Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ya es el Día de la Madre. Es el Día de la Madre más extraño que nos podíamos imaginar, pero es el Día de la Madre que menos olvidaremos, ellas y nosotros. Hoy lo único que tenemos es una ausencia forzada. Gracias a ellas, eso sí, sabemos... Defendernos ...de lo que estamos viviendo... ...venceremos... ...gracias a lo que nos habéis enseñado... ...todos estamos unidos por algo... ...nos trajo una madre al mundo... ...gracias en nombre de todos ellos... ...gracias y felicidades mamá... ...felicidades a todas las madres... ...del mundo... ...hoy estaremos lejos... ...pero este año es diferente... ...tenemos siete meses por delante... ...nos quedan siete meses para celebrar el primer domingo de mayo. Se lo merecen todas, se, se lo merecen las que están, las que son, las que serán, las que fallaron y acertaron. Se lo merecen las que desean serlo, las que no están, las que se fueron antaño, las que se fueron hace poco, las que se fueron ahora. Todas sois nuestras madres. Nuestro regalo es actuar bien. Vosotras nos enseñasteis a caminar juntos. Y gracias a ello, el próximo Día de la Madre será estando unidos. Esto es La Rosa de los Vientos. Esto es Onda Cero Radio. Vamos a estar hasta las cuatro. De la madrugada saludos a entre Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa con Silvia Casasola en la codirección Javier Sevillano en redacción y producción y Miguel Jurado al frente de la parte técnica. Nuestros contenidos, los que vienen a continuación. La rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. Adelante, cuatro horas de radio, muchos contenidos y sobre todo una sensación de que hoy ha empezado, no lo queríamos, pero hoy ha empezado una nueva era. El día de hoy, el día que finaliza ahora, va a estar en la historia. Un día en el que vamos a hablar y lo vamos a hacer en unos minutos con uno de los escritores más importantes en de nuestro país con Juan Slava Galán acaba de publicar un nuevo trabajo es una buena ocasión para volver a hablar con él, también vamos a estar con alguien, con un especialista que conoce muchísimo sobre el origen de la humanidad y muchísimo sobre cómo esa humanidad, ese comienzo tuvo mucho que ver con nuestra península ¡Ah! También vamos a conocer la información que viene del Pentágono, la desclasificación de documentos OVNI. Algunos dicen que esta, la información que os vamos a contar y lo que hace tan solo unas horas se publicaba en los Estados Unidos, puede ser la noticia OVNI más importante de la historia, como no, en el círculo secreto. También vamos a conocer algo más sobre la cabaña y el significado de nuestra casa, que es nuestra casa y nuestra cueva. Y lo que pasa cuando tenemos miedo a salir de ella, será en Ureca. Y también vamos a conocer algo más sobre una comunidad de brujos en Chile y sobre los casinos, sobre cómo han dado juego... Para el cine, para muchas películas, para grandes películas, serán El Callejón con José Manuel Esquivano. Y como no, Señales del fin del Mundo con Javier Sevillano. Y por supuesto, materia reservada. Vamos a conocer los informes, ya existen, de los servicios de inteligencia sobre el origen del coronavirus y sobre su relación con los cables y con las redes 5G. Estas eh, teorías eh, desmentidas en todos esos informes están provocando ya muchos peligros. Y además eh, vamos a conversar con uno de los pensadores y filósofos eh, más importantes de nuestro país. Una de las eh, voces eh, que tenemos que escuchar es una voz eh, de un sabio que tenemos eh, que oír, él es Javier Sádava y por supuesto concurso para saber, para averiguar quién es el personaje oculto de esta noche cuando pierda todas las partidas. Cuando y con unas pistas, unos datos o sea, que ya nos ofrece Silvia Casasola Dentro, dentro de muy, muy poquito Ya vamos a cambiar de sintonía Vamos a, a volver a la sintonía original del concurso Pero de momento Ya sabes que esto va por fases El otro día decían No es la fase cero, es la fase 1 No es el cruzadito, el robocon Según la fase Que la gente, de verdad es que se lo toma con mucho humor Y eso es una maravilla Bueno, yo quiero mandar un beso enorme, enorme, enorme, enorme A todas las madres A todas las que somos madres Y sobre todo un beso enorme Enorme, ¿eh? pero no os imagináis como a todos en los que estos días habéis perdido a vuestra madre y quiero de verdad que tengáis mañana un día fantástico, no de llorar, porque ellas, ellas seguro que están pues desde donde estén mirando y no queréis que no quieren que lo paséis mal. Eh, quieren que lo paséis bien, que estéis tranquilos y que no estéis sufriendo. Así que pensar en ellas y mañana, que ya es hoy, porque apenas han pasado nueve minutos, tener un día estupendo pensando en ellas, pero no llorando, sino sonriendo, pensando en vuestras madres, ya no las tenéis. Y las que los tenemos y no podemos estar con ellas físicamente, pues por lo menos en espíritu, por videoconferencia, por cariños, por abrazos, por lo que queráis, para hacerlo. Y ahora vamos a ir... ...con las pistas del concurso. Mirad, esta noche la cosa va de médicos españoles... ...pero de médicos españoles cuya especialidad... ...han dejado una huella en la historia. Y os damos estas tres opciones. Ignacio Barraquer, que revolucionó la cirugía de cataratas... ...en pleno, en pleno siglo XX. Francisco Javier de Balmis, que difundió la vacuna... ...de la viruela allí en nuestras fronteras en el siglo XIX o Santiago Ramón y Cajal pionero en multitud de temas médicos y científicos y al que se le considera padre de la neurociencia bueno, pues os doy la primera pista para que nos digáis cuál de estos tres médicos tan estupendos es el personaje de esta noche en nuestro concurso ¿cuál de los tres puede ser? si era un defensor de la vida sana en contacto con la naturaleza algo tan importante en nuestros días Así que ya sabéis, tenéis que escribir ua rosa.vientos 0es eso si escribís en el correo, o con almohadilla rosa vientos si queréis participar en nuestro Twitter. Así que muchísima suerte y os deseo que pasemos todos juntos una noche estupenda. rendiré aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Os recordamos, Almohadilla Rosavientos, Almohadilla Rosavientos, eh, las en 12 y 11 minutos, hoy ha comenzado una nueva era, hoy es el día 1 de un nuevo tiempo. a las 4 de la madrugada desde ahora mismo en La Rosa de los Vientos En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa historia, religión, mitos y leyendas pocos saben tanto sobre ese asunto como él. honores eh. hacemos eh, por supuesto para recibir en nuestro programa a Juan Eslava Galán y ya lo saludamos eh, Juan Eslava Galán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal? Buenas estás? noches, Juan. Juan, noches. ¿Cómo llevas estos días? de bueno, confinamiento pues, hoy se ha abierto un poquito, se ha abierto sí, un poco bueno, la, la vida. Yo como yo tengo por partida doble el peligro que tengo 72 años y además estoy trasplantado con medicación inmunodeprimente, pues eh, nada, yo sigo en casa hasta que vea la cosa más clara, ¿no? Claro. claro. Eh, Juan, ¿verdad que estos días la gente dice los escritores han estado creando mucho tiempo ha habido, evidentemente pero la inspiración es difícil que surja y tú eres una persona que eh, trabajas mucho, que escribes eh, muchísimo, pero ¿también habrá sido difícil estos días para ti o no? No, la verdad es que no la verdad es que tenía este eh, saqué un libro el mes pasado precisamente cuando empezó todo esto y Y este mes me tocaba de viajar por toda España con la promoción, así es que, bueno, ha habido obviamente que suspenderla y he estado en casa, bueno, eh, pues nada, trabajando. Sobre todo he estado leyendo que tenía una cantidad de libros acumulados, estos que uno va comprando para leerlos cuando tenga tiempo y, bueno, pues he tenido todo el tiempo del mundo. La tentación del caudillo, así se titula tu último libro, eh, tu nuevo libro, eh, Te metes en la piel de Franco, es una novela inmensa de casi mil páginas sobre un momento importantísimo en la historia, no de nuestro país, sino en la historia del mundo, en donde se estaba decidiendo quiénes estaban en la guerra mundial. sí, efectivamente. Bueno, más que yo diría que es un ensayo novelado o una novela ensayada, si queremos llamarlo así, ¿no? porque se puede leer como novela y se puede leer como libro de historia, ¿no? Claro, ahí está que tiene nota pie de página para que se sepa que lo que digo es verdad y constatable. Y se pueda. Y efectivamente, el, el subtítulo que tiene es nueve meses que no estremecieron al mundo. Uh -huh. Porque realmente fueron nueve meses decisivos, por lo menos para la historia de España, y quién sabe si para la mundial, ¿no? En un principio, cuando cuando los franceses se rinden, Franco de pronto cree que las ingleses también estarán a punto de rendirse, y por lo tanto, él quiere aprovecharse y le ofrece a Hitler entrar en la guerra. Eh, que como dijo irónicamente Ribbentrop, dijo, este enano viene en auxilio del vencedor. Sí. Eso, eso dijo Ribbentrop. Eh, Hitler, por supuesto, desprecia el ofrecimiento, pero cuando pasa el verano de 1940, en que Hitler creía que iba a batir a la raza... a Inglaterra, e incluso invadirla, o por lo menos obligarla a que hiciera un armisticio, y ve que no ocurre, entonces piensa en su plan B. ...y en el plan B necesita el auxilio de Franco... ...para tomar Gibraltar... ...y cortarle a los ingleses... ...la avenida, el contacto con el imperio... ...a través del Mediterráneo y Canal de Suez... ...pero Franco ya en esos meses... ...ha estado estudiando el tema... ...y ha visto que no... ...está Inglaterra tan vencida ...por lo tanto no le interesa... ...y le da largas a Hitler... ...así que digamos que es un desencuentro... ...en un principio cuando Franco se ofrece... ...el otro no le interesa... Y cuando tres meses después al otro le interesa, Franco ya no está dispuesto. Tú te metes en el libro, en el libro cuentas eh, muchas cosas, eh, son nueve meses, es eh, una historia importantísima, pero me vas a permitir eh, que lo diga, porque ya estamos en hora. Eh, tú te metes en la alcoba de Franco, en su relación, la íntima también, de Carmen Polo con Franco. Y no sé, yo quiero hacerte la pregunta, lo siento eh, Juan, ¿cómo era Franco en la cama? Bueno, y ¿cómo bueno, era Carmen eh, Polo? También? Yo, saco, yo saco ahí varias escenas, el, el dormitorio como yo he estado cuando se podía visitar, el dormitorio de Franco obviamente lo describo con gran mm, detalle pero la relación obviamente claro yo no podía describirla, pero sí podía imaginarla, que ese es el privilegio que tenemos los novelistas y lo que se deduce de su relación pues a la vista está él era un hombre que no tenía grandes urgencias sexuales ella tampoco y por lo tanto los dos están en pijama él ella en camisón atado con un lacito al lado del cuello y es lo mismo con el pijama hasta arriba Jolín, o sea una, estás dibujando dos, una escena en dos camitas, dos camitas sí, sí. no una, o Jolín. sea que y así era, bueno así era su relación que hay mil relaciones por ejemplo luego Eh, eh Mussolini era un garañón, ¿no? Mm. Mussolini era un tipo que asaltaba a las mujeres, pero no, Franco no, Franco tenía, con el, con, con el sentido ese del poder que tenía y tal, él ¿eh? nunca, nunca fue eh, eh, ahí lo dicen los generales cuando comentan entre ellos, que eh, cuando iban a prostíbulos en África, los africanistas no, pues Franco no lo acompañaba, ¿no? Franco se estaba leyendo, estudiando temas militares y no le interesaba ir de putas, ¿no? Bueno, incluso al, algunos maledicentes comentan eh, como hipótesis que como no, no era muy promiscuo Franco y se supone que pues no tenía muchas relaciones con, con Carmen Polo, pues que ponían incluso en duda de que la hija que tenía con ello fuera suya. No sé si tú también has contemplado eh, esa opción. No, la verdad es que no, porque eso es sencillamente de, la, de los muchos bulos. Que se eso Hay que tener en cuenta que, que Franco el hombre, pues, no le caía simpático a mucha gente, ¿no? Entonces, pues, obviamente, sobre él había muchísimo culo y, y ese era uno de ellos, ¿no? Yo estoy convencido de que sí, de que de que Carmen Franco era hija de ellos, pasa es que, bueno, a ellos no les interesó tener tampoco más hijos, ¿no?, sencillamente se habló mucho ahí es importantísima seguramente se escribió una página importante en la historia de la humanidad aunque no sabemos exactamente todo lo que hablaron ...en ese tren, en esa reunión entre Franco y Hitler... ...pero ¿qué pensó Hitler sobre Franco? Porque teóricamente lo que se ha conocido... ...es que eh, Hitler intentó convencer a Franco... ...o parecía que eh, se le podía convencer de entrar en la guerra... ...pero eh, ¿hasta qué punto Hitler tampoco pensó... ...este está peor de la azotea que yo? Bueno, Hitler, Hitler eh, despreciaba a Franco... Sí, ...ya sí. lo despreciaba durante la guerra tanto él como Mussolini, creían que era un militar torpe, que, que estaba tardando demasiado en acabar la guerra. Y, y por parte de Franco no era tan torpe. Es que a él le estaba interesando prolongar la guerra precisamente para hacerse más con el poder, ¿no? afirmarse más en el poder, eh, independientemente de que fuera bueno o mal general. ¿no? El mejor general de la guerra seguramente fue el general Rojo, que era del bando republicano. eh Sin, sin duda lo no era, ¿no? Pero en cualquier caso, él supo guardar la ropa y nadar, fue muy astuto, muy gallego, y no solo se hizo la guerra, sino que después le dio un pase torero a Hitler para que a pesar de sus presiones no cedió, que también, en fin, ahí hay que verle evidentemente un mérito. Sí, porque Franco no estaba claro que él era la persona que pudiera ejercer el poder después de la guerra. De hecho, como tú estás comentando, él lo prolongó y estuvo ahí un poco comprando casi eh, gente ¿no? que le apoyara con una corrupción bastante grande sí, en, el lugar, en el poder el lugar, para sí. sentarse porque él en un principio iba de monárquico y luego dio un giro total. Bueno, él era él era monárquico como casi todos los generales o todos de África eran monárquicos, no, no iban a ser republicanos, obviamente. Pero, y Franco también lo era. Y Franco se había llevado muy bien con el rey. El rey lo había favorecido. Es decir, que, que el, el rey fue padrino de boda, aunque no en persona, pero fue padrino de boda de Franco. Y que se llevaba bien con el rey. Y de hecho, cuando conquistaba una ciudad ...de una capital de provincia... En, en, ...a lo largo de la guerra de España... Con que conquistó obviamente mucha... ...siempre le enviaba al, a Roma... ...que era donde residía en el exilio... Alfonso XIII le enviaba un telegrama... ...cuando entró en Madrid... ...no le envió telegrama... ...entonces entonces a Alfonso XIII... ...se le puso la mosca en toda la oreja... ...y dijo caramba, este me la va a jugar ¿no? Efectivamente... ...él... ...seguía siendo monárquico, siempre lo fue... Pero, ante todo, se ponía a él, ¿no? Y él, él pensaba es que, que... él creía que era, que era un poco el rey, en cierto modo, ¿no? Bueno, tenía más poder que un rey. Sí, así sí, sí. Sí, que lo que tenía en el Parlamento, en las Cortes, era un actual que eso no lo había tenido así definitivamente ni el rey es decir que su poder era superior al, al, al poder que tuvo el rey anteriormente ¿no? y era sencillamente era un régimen no fascista como dice la gente que no sabe lo que es el fascismo siempre achaca que Franco era fascista, no era fascista, era simplemente autoritario y él tenía un un pensamiento que que estaba alejado de Falange, alejado de los nazis, alejado de todo, su único pensamiento era cuartelero de orden o mando y aquí una disciplina y España pues, pues se lleva como se lleva un cuartel intentando en fin que la cuestión económica vaya bien cosa que hizo muy torpe hasta que se dio cuenta de que había que poner a gente con más capacidad no creía Hitler que tenían que devolverle franco y España tenía que devolverle el favor de que le hubiera apoyado y mucho durante la guerra civil eh, ¿Que eh, la ganó también con la ayuda de, de los alemanes de Hitler? Bueno, Hitler pretendía, y sobre todo Göring, que estaba al principio muy interesado en la cuestión económica, lo que pretendían era explotar a España, sobre todo la minería, y, y llevárselo todo casi por la cara. Es decir, que, que querían hacer de España una, una especie de colonia, esa era la aspiración que tenían. Eh, Franco les paró en ese sentido un poco los pies ...porque ya habíamos sido en la cuestión de la minería... ...una colonia casi de franceses, belgas e ingleses... ...y de algún modo le hizo indicar que, así, que no queremos cambiar de dueño... ...porque queremos rescatar nuestro subsuelo, ¿no?... ...pero efectivamente Franco estuvo colaborando mucho... ...enviándole enviándole una gran cantidad de materias primas... ...de las que carecía Alemania... ...sobre todo el Wolframio Tunsteno... ...y me decir que Franco colaboró en la primera parte de la guerra... ...obviamente le guardaba el aire a Hitler... ...porque Hitler era un tipo peligroso... ...invadía a los países con gran facilidad... ...y ya en la segunda parte... ...cuando ya los americanos... ...bueno, los aliados desembarcan... ...en el norte de África... ...y ya se ve que... Eh, ...el otro lo derrotan... ...es ejército en esta ya Franco va tomando... ...digamos, más confianza... ...en sí mismo y más bien se va decantando por los aliados que al final lo van la última parte de la guerra se decanta por los aliados que son los que no lo van a invadir a él y, lo, y le van a permitir que siga, ¿no? ¿Pero Hitler llegó a tener en algún momento sobre su mesa un plan de invadir España? Sí, sí, eso se, ellos lo discutieron, eh, sí que eso se discutió, es decir, que si si no es por la buena, a ver si eh, se puede hacer por las malas, pero también él era consciente o sus generales de que eso también entrañaba muchos problemas. Primero se iban a poner a España en contra, como cuando Napoleón invadió España. Uh -huh. Y en segundo lugar, eh, en ese caso los ingleses podían tranquilamente tomar una de las islas canarias, ya puestos en guerra, y desde allí fastidiar un poco a sus submarinos, y podían también invadir por Portugal y, y hacer un segundo frente ya en Europa, entonces es decir que había, había ciertos ciertos eh, motivos para que no lo vieran tan factible lo de invadir España. Había también otra guerra. Eh, España era el escenario, pero una guerra eh, oculta entre el Reino Unido y Alemania. Oari que era el embajador británico en nuestro país, estaba sobornando a los generales para que no entraran en guerra. Y, sin embargo, Hitler quería que entraran en guerra. esa eh, Hubiera cambiado el destino de la guerra mundial si España hubiera entrado, no no podemos decir mm, que hubiera cambiado el destino de la guerra mundial, yo creo que no, yo creo que Alemania que no tenía petróleo ni acero a la postre habría perdido la guerra, Ahora, Alemania no podía enfrentarse con toda la potencia sobre todo eh, demográfica que tenía Rusia y mucho menos con la potencia industrial de Estados Unidos y es Alemania de todas maneras yo creo que hubiera perdido la guerra pero desde luego si España llega a entrar en la guerra A favor de Alemania, lo que sí es evidente es que en el año 45, cuando Alemania perdió la guerra, los aliados habrían invadido también España. Uh -huh. Es decir, habrían, si no invadido, por lo menos habrían quitado a, a Franco de y habrían impuesto un gobierno, me imagino que democrático, como en el resto de la Europa que ellos ocuparon. Una de las cosas que aparece en el libro, que también necesitas, es la fascinación que tenía Franco por las reliquias y por el esoterismo. También lo tenía, ¿no? Bueno, no, Franco... no la mujer? No, la, la mujer un poco, sí, porque, eh, claro, la mujer era una mujer religiosa y tenía ciertos ribetes así que de... Eh, pero no, no se puede decir que Franco creyera. Franco lo veía eso en su entorno, lo veía, esas creencias lo veía un poco así en fin, como con cierta distancia, como diciendo, bueno, que ellos piensen lo que quieran y tal, ¿no? Pero efectivamente, yo he encontrado ahí algunos algunos contactos de la de, genifalte de, de, de, de del bando franquista con con cuestiones esotéricas y veía lo que he expresado ahí en el libro, que también, claro, tiene su parte de novela. Por ejemplo, el Vítor, que en el, en el gran desfile que hacen de la historia en Madrid... En el arengario donde se pone Franco a, a revisar las tropas, debajo hay un vítor que es una imagen una imagen muy antigua de la victoria y eso tiene también sus connotaciones de tipo ocultista. Pero y él... también aparece la figura de un diamante que teóricamente tenía eh, Salomón y que lo quería Franco. Más bien que Franco, como digo, Franco estaba un poquito alejado de esas cosas, más bien su mujer. Sí, que, que lo quería a, para que él, ¿no? le, Claro, le gustaban las joyas, ¿no? Y pensaba que ese diamante había protegido a la familia real española y a la dinastía española y que era conveniente rescatarlo porque había un plan de rescatar una serie de, de, de obras de arte y también de obras de este tipo y de joyas que, que estaban dispersas por Europa y, y, de alguna manera, como vino, por ejemplo, la dama de Elche, ¿no?, pues eh, querían rescatarlas, ¿no? Franco sí es cierto que era religioso y muy de tema de esoterismo, ¿no?, pero en su momento él consultó a una bruja, y eso creo que sí que es cierto, que no es una cosa de que tú te lo has inventado en la novela, sí, sí, y, esa, sí, sí, y esa bruja sí. le dijo una serie de cosas que a él le animaron mucho a dar ciertos pasos importantes para tomar el poder, ¿no? Sí, pero eso fue cuando era muy joven, en África, y, y eso hay que verlo también en el contexto africano, en el contexto de Marruecos, ¿no? En Marruecos de vez en cuando los militares, que además estaban jugando la vida casi todos los días, pues de vez en cuando iban a una divina, y concretamente esta divina Mercida, que yo le doy cierto protagonismo en la novela, en la que siendo todavía casi una niña, pues le dijo a Franco que iba a tener mucha suerte, la, la famosa baraca, que es la palabra para los afortunados en árbol. En Franco era también una persona muy religiosa, Franco y su entorno, su mujer, la religión jugó un papel importante en su vida, la religión igual por la doctrina más clásica que Hitler, pero también tenía un interés por esos temas. Bueno, él cuando estaba en África, joven militar africanista, no era muy religioso, cuando fundó la religión y todo eso, no era muy religioso, a pesar de que él estaba muy influido por la madre, que sí era muy religiosa pero cuando se casó con, con doña Carmen, que era religiosa, eh, y luego él vio también que había que teñir de alguna manera un sentido religioso a su institución, sí. a, su, a, la, a la dictadura que él estaba poniendo, un fondo ideológico tenía que ser religioso, entre otras cosas, porque el catolicismo, la iglesia, tenía un gran poder. Él se alió con la iglesia, o la iglesia se alió con él, Y, y entonces fue eso le dio un carácter muy religioso digamos a su, a su, a su dictadura sobre todo hasta exteriores, ¿no? como que entraran en la cidadana de, de bajo palio, todo esto, ¿no? Aquí la iglesia también le, le le doró la píldora, digámoslo así. Hubo, hubo, mucha gente a la que él compró voluntades que, que le ponía en cuestión, eh, que su autoridad, eh, hasta qué punto él vio que, que podía perder esa, esa, opción si no, si no les eh, pues eso les daba Eh, ...poder eh, económico o, o, o poder en el Estado. Él permitió a la gente que le podía mover el sillón... Él ...lo que hizo fue eh, corromperlos o, o permitir que se enriquecieran, Una serie de generales que, de, que intervenían en, en los consejos... ...de las industrias, etcétera, y que tenían su ingreso, Algunos descaradamente se dedicaban al mercado negro, al extraperlo. Y él eso lo consintió... Lo vio más o menos, en fin, fue benévolo de manera que que en fin que estuvieran contentos y no le movieran la silla. ¿no? Eso fue lo que hizo consentir la corrupción, que evidentemente es una de las, de las tachas que tiene el franquismo a lo largo de todo su desarrollo. Nuestros oyentes en Almovía Rosa Ventosen dicen que eh, muchos eh, se muestran lectores en eh, de tus libros de esos que dices para escépticos y nos preguntan y te transmito la pregunta ¿para cuándo una historia de lo que tenemos hoy en el mundo de la Revolución Francesa contaba para escépticos? Bueno, pues la verdad es que la tengo, me la han pedido tantos lectores que, ¿Ah, sí? que la tengo, <ríe> sí lo tengo, lo tengo en carta para que sea uno de mis próximos libros, porque efectivamente el mundo moderno, el mundo actual, lo que estamos viviendo ahora, digamos que hunde sus raíces, sin lugar a dudas, en la Revolución Francesa, la Revolución Francesa, que, que a su vez es, es el, el comienzo, el determinante del de siglo de las revoluciones, uh -huh. que es el siglo XIX. Así es que le digo a mis lectores que sí, que estoy, que estoy en ello. Y tú has escrito mucho sobre el mundo de la religión, el mundo de la iglesia, del poder de la iglesia. Eh, tú ves en lo que está ocurriendo en el mundo ahora también... Eh... ¿Cómo las creencias tienen poder o no tienen poder, según donde se den? Porque todo esto es mundial, ¿hay un poder de ritualidad, hay un poder de creencias por encima de la razón? ¿Crees que también hay una perspectiva de eso? Porque se va a escribir mucho sobre lo que estamos viviendo ahora. Bueno, la, la gente, es decir, mucha gente, no toda, mucha gente necesita creencias superiores digámoslo así no creer en entes superiores o en algo no efectivamente eh, digamos que el cristianismo ha entrado en crisis en muchas sociedades sobre todo en la nuestra ya no hay más que ver que, que la iglesia ha perdido un, eh, mucho poder y no solo la iglesia sino después pues, en fin, quién quién va a misa ahora y que, que eso pero hay mucha gente que sin embargo necesita creer y entonces lo que hace es que cree en otra cosa Entonces se arriman a otro tipo de creencias, ¿no? que digo yo? Pues la astrología o la New Age que se dice ahora también, ¿no? O en, o en la ecología o se hacen animalistas. Pero, es decir, la gente necesita tener creencias. No todo el mundo, pero pero la inmensa mayoría de la gente necesita creer creencias y entonces religión significa, en, en, su, en su origen la palabra significa... Ligadura, atadura, ¿no? Pues la, la, la gente necesita adaptarse a algo, ¿no? Uh -huh. eh, por otra parte me parece bien. Claro, eh, ¿hay nuevas religiones? Eh, ¿Se van adaptando los tiempos? Eh, ¿Se van tecnificando en algunas eh, ocasiones? ¿O se va volviendo eso que todos eh, notamos, la... Falta de eh, la parte humana, bueno, pues eh, la religión un poco, eh, la religión o la creencia, ¿no? no la religión en el sentido clásico de la palabra parece que cubre ese, ese papel. Has mencionado el ecologismo, bueno, todo eso eh, también forma parte del de nuevo universo de creencias que seguramente se estudiará en el futuro. Por cierto, hablando de futuro, ¿qué está escribiendo Juan Eslava Galán? ¿Qué vamos a conocer de eh, pronto tuyo? porque no pasa bueno, ¿eh? pues ahora sí, efectivamente, bueno, ahora ahora la verdad es que estoy tengo dos o tres proyectos y estoy leyendo más que escribiendo, yo soy muy instintivo e intento que alguno de esos proyectos tire de mí, no pero no no tengo claro cuál será mi próximo libro, excepto el hecho de que de que en septiembre creo saldrá un libro mío que ya lo tenía escrito hace un tiempo y que sale ahora. La Biblia contada para escépticos. Así, ¿Ah, sí? Saldrá, saldrá en septiembre. Madre, pues si este ha sido de mil páginas, la Biblia contada para escépticos, <risa> pues, no sé, no, por pastículos. No, no, no. <risa> son, solo, son solo 400 páginas. Oye, y... y son y, solo, dice. Eh, una, una cosa, una cosa, Juan, y eh, dices que estás leyendo mucho, y de todos los que estás ahora mismo, de todos los libros que estás leyendo, ¿cuál recomendarías? A ver... Bueno, eh hay hay muchos libros que son recomendables. Lo que pasa es que yo estoy leyendo libros si quieren un tanto raros, ¿no? Ahora mismo eh, tira de mí quizá una novela sobre la época nazi, y entonces claro, estoy leyendo muchos libros de ese tipo que que no lo recomendaría a no sé que a alguien le interese mucho el tema, ¿no? Pero estoy leyendo el que para a mi juicio el mejor libro que se ha escrito sobre sobre la solución final y y la, la hecatombe de judíos por los nazis Auschwitz, de la Ruiz um, y me está bueno me está horrorizando por una parte por el tema y por uh -huh. otra parte me está gustando por el tratamiento que hace el historiador del tema ¿no? es decir que que ahora yo no estoy leyendo novelas entonces no no recomendaría ninguna novela. La última que he leído, que la leí hace un mes, la he leído dos veces, es Sidi, de Pérez Si alguien necesita que le recomiende una novela, le recomendaría esta, que yo creo que es de las mejores suyas. Muy bien. Juan en Galán, La tentación del caudillo un libro, pero el último que ha aparecido, pero Juan Eslavagalán es uno de nuestros autores, de los mejores autores más prolíficos y tiene un estilo absolutamente indiscutible y absolutamente personal. Juan, mil gracias por estar con nosotros esta noche, una noche tan especial como están siendo todas estas, pero esta va a ser especial, esperemos que sea el primer día del futuro y que el futuro sea bueno. Juan. Echáremolo. Tú eres nuestra tentación, Juan, ¿eh? <risa> Muchas gracias. <risa> Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta, adiós. Adiós. hasta luego. Un abrazo y suerte con todo. Acaba de comenzar porque está iniciándose la travesía de esta noche en La Rosa de los Ventos estaremos hasta las 4 de la madrugada, desde las 12 a las 4 de la madrugada os recordamos, nuestra etiqueta en Twitter, Almodilla Rosa Ventos En Onda Cero La Rosa de los Vientos ...la historia del ser humano... ...la historia del ser humano... ...nuestros antepasados se cambiaron... ...y se hicieron en parte lo que son... ...en el norte de la península... ...no sabemos eh, si hay uno... ...o mil eslabones perdidos... Eh, ...pero sabemos... ...que lo que ocurrió allí... ...en el norte de la península... ...fue importantísimo para el futuro... ...hace 30.000... ...hace 40.000 años... coordinador de las cuevas de Cantabria, de los museos de Cantabria, él es Daniel Garrido. Muy buenas, ¿qué tal, Daniel? Hola, muy buenas. Encantado oh. de estar con vosotros. Buenas noches, Daniel. He dicho que lo que se escribió allí, lo que pasó allí hace 30, hace 40.000 años, 20.000, lo que sea, pero es importantísimo para la historia biológica del ser humano. Allí nacimos, en cierto modo. Realmente, sí. Ahí, en el interior de las cuevas, hace miles de años, Eh, realmente las poblaciones que habitaron en las bocas de esas cuevas tanto en la boca como en su interior plasmaron a través de signos eh, su conocimiento, su cultura, su pensamiento sus preocupaciones, sus miedos sus, sus muchas veces sus logros ¿no? allí quedaron transformados en símbolos, en signos lamentablemente hoy cuando uno se adentra a una de esas cuevas y ve esos signos, esos símbolos desconocemos realmente el significado pero realmente es importante esa capacidad de abstracción y esa capacidad de plasmar ese pensamiento en, en la roca, ¿no? Y yo creo que cuando una persona visita y conoce una cueva con arte rupestre, en este caso en, en la zona de la Comisa Cantábrica, eh, queda sorprendido, primero por los miles de años de diferencia que hay, pero ese realismo y ese, esa, esa capacidad artística y esa capacidad de abstracción que tenía el ser humano ya hace miles de años. No sé si... Fueron importantes, claro que lo fueron las cuevas, eh, pero también el hecho de que parece que el ser humano, habló el ser humano como, como entidad en biológica, buscó sí. esa parte, se metió en cuevas, eh, pero buscó un lugar cerca del mar. El mar también fue muy importante, el ser humano buscaba eh, la cosa en el pasado. Bueno, realmente el mar, claro, es claro que es importante. Mira, hay que tener en cuenta, eh, en primer lugar, los valles, los ríos yo siempre he dicho que los ríos son como, como hoy en día son las carreteras no son vías naturales de comunicación ellos bordearían todos los ríos y los ríos llevan a la costa y la costa facilitaría el tránsito digamos a lo largo del litoral y eso permitiría el contacto entre diferentes poblaciones e incluso diferentes eh, biotipos es decir ellos mm, a, o sea, a ver ellos captarían recursos gracias a ese, a ese tránsito y por ejemplo vinculado con el mar, tendríamos, eh, por ejemplo, sabemos que cuando varaban las ballenas eh, en la costa, eh, habría un sistema de comunicación en el cual diferentes grupos asistirían y, y esas ballenas que, que, que varaban allí, la carne era aprovechada. También sabemos que marisqueaban ¿no? y que esos recursos marinos y que ese litoral está muy vinculado en su vida. También tenemos que tener en cuenta que vivían un, en un tiempo climático muy frío, Y sin embargo, por ejemplo, si nosotros nos metemos más hacia la zona de la meseta, sería un clima más extremo, más frío. Ellos serían, pues eso, a un clima más templado dentro de lo que es el nivel del mar. ¿El arte rupestre paleolítico de, de la cornisa cantábrica se diferencia en algo significativo especial con el arte rupestre de otras zonas de España, por ejemplo, o de otras zonas del continente? Mira, tienen similitudes y tienen y, y, y no lo tienen. Es decir, eh, sí que es verdad que existe una vinculación entre unos conjuntos y otros, pero también tenemos que tener en cuenta dónde se sitúan. Por ejemplo, te voy a poner un caso, el caso de la meseta. En la meseta eh, tenemos, por ejemplo, eh, casos como son Domingo García, o como es, esta está en Segovia, o por ejemplo casos como Siega Verde, que está en Salamanca, en la provincia de Salamanca, eh, en Ciudad Rodrigo, o también, por ejemplo, el caso de Portugal, la zona del COA. Eh, en estos espacios eh, carecen de cuevas y por lo tanto, mientras nosotros estamos acostumbrados a ver arte rupestre en el interior de las cuevas, en el norte de la península ibérica, aquí lo tenemos al aire libre y normalmente asociados a cursos de río, es decir, suelen ser grandes rocas de esquisto o pizarra y ahí piquetearon y grabaron, claro. Eso se diferencia también del, del, del norte de la península ibérica, donde encontramos grabado, pero también encontramos dibujo. ¿Por qué? Porque en el interior de las cubas ha permitido esa conservación. Y luego la fauna, los animales que se representaban son completamente diferentes. Uh -huh. Y es por un tema de los animales que habían allí. Es decir, si yo voy a Alcoa, a Portugal, o voy a Sega Verde, en Salamanca, eh, o en Domingo García, no voy a encontrar representado bisontes. Cuando los bisontes son muy habituales, en el norte, es decir, la coa de la Altamira, el emblema, digamos, la figura del bisonte y ahí carecen porque esos animales no llegaron a, a la zona de la meseta y, por tanto, al no llegar no se representan. Eso no significa que esas poblaciones tuvieran contacto o supieran unos de otros. Por ejemplo, en el coa en Portugal se han encontrado sílex que vienen de Burgos, ...y Burgos, de por ejemplo, de Santander... Eh, ...está un poco más de cien kilómetros... ...es decir, seguramente... ...poblaciones del norte de la península ibérica... ...habría contacto con la zona de, del norte de la meseta... ...y estos a su vez... ...tendrían contacto con poblaciones del Atlántico... ...e incluso la gente... ...que habitaba en el norte de la península ibérica... ...eso se sabe también... ...que tenían contacto con poblaciones del suroeste francés... ...y por tanto hay, digamos, un contacto entre unas poblaciones y otras... ...y la, y la comunicación excluida, es eso es significativo también. Hay diferencias pero también hay ese contacto que hace que se vinculen entre ellos. Uh -huh. Una de las cosas que hizo que se vincularan entre ellos es que hubiera contactos, no eran poblaciones aisladas, tenían su forma de estar en contacto, y también allí, eh, en el norte de la península, en esa época comenzó un poco lo que después se, se ha venido a denominar, lo podemos decir así, sensibilidad social. ¿Comenzó un poco ahí? Sí, realmente, claro, eh, el, el arte rupestre... ...sirvió para vincular a esas poblaciones... ...es decir, por ejemplo, una forma de arte... ...vamos a denominarlo, sería por ejemplo... ...el decoro corporal, mm. cuando uno se decora... ...se pone un colgante o se pinta el cuerpo... ...se individualiza del resto... ...pero también eh, congrega, digamos, al colectivo... ...es decir, yo viendo a esa persona... ...que se individualiza del resto... ...viendo esas pinturas o esa decoración corporal que lleva... ...le puedo eh, eh, engrosar o agrupar en un determinado, en un determinado lugar... Esa sociabilización se ve a través del arte, pero también se ve en un factor, en, un, en algo que, que cambió completamente el transcurso de la humanidad, que es el control del fuego. En el momento que se controla el fuego, se producen varios factores. En primer lugar, el fuego permite que se caliente, es decir, es una fuente de calor. Por tanto, la, la, los grupos humanos irían a esa fuente de calor y una vez que estaban en esa fuente de calor permitió la sociabilización, que entre ellos comunicaran, que ellos hablaran, que hubiera pasado, que no hubiera pasado, que contaran historias, y eso a su vez incrementó, teníamos una luz artificial, incrementó las horas, ¿no? Y sabemos que tanto el fuego incrementó o amplió esa sociabilización, el arte lo aunó, y nosotros sabemos por cuevas que, por ejemplo, diferentes grupos seguramente en un determinado época del año se agrupaban en esa cueva, como son, por ejemplo, cuevas como la de Altamira o cuevas del Castillo, que están en Cantabria, en el cual durante miles de años se congregaron poblaciones de diferentes lugares y que esas poblaciones entrarían dentro de esas cuevas y representaban su arte. Y, de hecho, por ejemplo, en la cueva del Castillo encontramos bisontes que son muy típicos de la zona de la Dordogna francesa, y eso solamente lo han podido hacer poblaciones que venían de allí y que han representado los bisontes como ellos sabían representarlo junto a otros bisontes en la propia cueva del castillo que son similares a los de Altamira y que son típicos de aquí de la cornisa ¿Y, y también en esas eh, cuevas eh, se encontraron en su momento los arqueólogos han encontrado y son muy importantes eh, para el desarrollo de la humanidad se han encontrado muchas herramientas sí, bueno, la, la, claro ellos, eh, eh, ellos eran... <risa> La, eh, cuando muchas veces hablamos del hombre prehistórico, decimos, jo, eh, el hombre prehistórico, eh, pues claro, el pobre, ¿cómo, cómo podría llegar? ¿Hasta, hasta dónde ha llegado? ¿no? Realmente tenían las mismas capacidades con nosotros. Lo único que nos, que nos diferencia es la capacidad tecnológica. Pero ellos hacían unas herramientas con los medios que tenían que eh, realmente algunas nos han llegado a día de hoy. Por ejemplo tenemos los cuchillos de siles, tenemos puntas de proyectil, pero, por ejemplo, una de las herramientas que nos ha llegado hoy en día serían las agujas. Las agujas, las primeras que conocemos, tienen 20.000 años de antigüedad y lo único que han variado a las agujas que tenemos hoy en día es la materia prima, es decir, estas, estas agujas se hacían en hueso, hoy las hacemos en metal, pero es que son exactamente iguales. Por tanto, todas esas herramientas que, que aparecen en los yacimientos y que, y que las analizamos y estudiamos, un poco nos acercan cómo eran sus modos de vida, ¿no? Y también podemos saber a través de ello que los recursos naturales que se tienen en su entorno se sobreexplotaban, es decir, ellos eran capaces de pescar, pescaban sobre todo los salmones que remontaban en el río, eran capaces de, de cazar, cazaban sobre todo ciervos y cabras, eran capaces de recolectar en determinada época del año el fruto que había eran capaces de ir a la costa, como os he hablado, a marisquear, o incluso a, a, a captar los recursos de esas, de esas ballenas que, que, que quedaban en la costa, varadas, y por tanto, eh, esa información que nos aportan esos útiles, esas herramientas, Es, es, es vital para saber un poco cómo eran los modos de vida, más allá de esa capacidad cultural o simbólica que tenía el arte rupestre. Y ahí, ahí voy yo, aparte de las herramientas, un poco los sí. otros hallazgos. ¿Eso os ha dado pistas de, por ejemplo, eh, cómo se movía la, la población, la sociedad qué rol tenía cada uno, pues claro, siempre nos ha llegado como que el hombre era el cazador, sí. la mujer se quedaba en la zona, cuidaba de los niños, los mayores, un poco el rollo de siempre. Eh, sí. Pero, ¿eso ha sido siempre así así? ¿Con todas las pruebas os han confirmado y os han reafirmado en eso? ¿O habéis encontrado alguna otra cosa en la que a lo mejor os dan ciertas pistas de, de un sistema de vida un poco distinto? Claro, mira, todo toda la... A ver, el, el estereotipo que se ha creado a través de más de 100 años de investigación sobre prehistoria realmente se, se cimenta a través de la etnografía, porque claro, nosotros tenemos los útiles pero los modos de vida que ellos tenían lo desconocemos, mm -hmm. entonces el rol que pudiera tener un niño, una niña o un hombre, una mujer, muchas veces se han asignado a través de esa observación con otras poblaciones de cazadores, de colectores que viven hoy en día y uno de los De los, de los patrones que se cogieron fueron los inuit y a través de los sinuid se desarrolló. Ahora bien, quiero decir, a través del arte rupestre, por ejemplo, hemos visto no podemos decir un rol específico de si el hombre cazaba o la mujer cazaba, o este recolectaba, o el otro recolectaba. Eso es difícil de saber. Si sí que es verdad, y eso esto, a ver, te lo digo a título propio, ¿eh? a título propio. Eh, yo pienso, por ejemplo, que una actividad que fuera peligrosa eso es desde mi punto de vista, no creo que la hicieran las mujeres. Y te voy a decir por qué. Porque la mujer dentro del grupo tendría un valor añadido o mayor que el que pudiera tener el propio hombre. Porque si yo tengo en un grupo, ellos dan cuenta que eran grupos familiares que iban de un lado a otro, en torno a unas 20 o 30 personas, si yo tengo 15 hombres y dos mujeres, si las dos mujeres hacen una actividad de riesgo, el grupo desaparece. Uh -huh. Por tanto, sería más, más y es verdad, eran sociedades ma matriarcales o así las establecemos, es decir, las mujeres tendrían un papel más revelante, relevante en ese grupo y muchas veces, por ejemplo, cuando se habla del chamanismo o, la, o, o, o más vinculado a la mujer, o esa capacidad ritual mágica, daros cuenta que, por ejemplo, la mujer tiene la capacidad de dar a luz y de dar vida, ¿no? Y muchas veces. Eh, cuando leemos novelas sobre prehistoria, la chamana no la que hacía los encuentros, y eso se sabe ¿no? o, o sabía un poco las capacidades que tenía cada uno de los de las de, de, de, de, de, de, de, las, de, de las plantas que había en el entorno se asignaban a esas mujeres no eh, ¿y pero... ya se encontraron en, en las cuevas de Cantabria muestras de esto de la existencia de algún tipo de, de creencia ancestral pero que después eh, cobró cuerpo vale mira Sobre creencia ancestral, claro, eh, si son hombres o mujeres, que, o por ejemplo, cuando muchas veces ha hablado, si eran hombres o mujeres quienes representaban las pinturas... Eso, es, que eso es, es, es verdad, es. es que ha habido mucha polémica, porque en un sí. principio siempre decían que eran hombres y luego cada vez más ha habido la hipótesis de que esas manos ¿no? o esas es, figuras las hubiesen pintado las mujeres. Ahí va yo, eso es. Mira, es... es A mí, a mí la mano es una cosa que me, que me sorprende muchísimo. Las manos las hemos datado en cuarenta mil años, incluso, perdón, en treinta y siete mil años en el castillo. O sea, son de las representaciones más antiguas que hay. Y primero hay que tener en cuenta qué significa la mano. Es decir, tú date cuenta que sociedades que hacían trabajos laborales, es decir, ellos trabajaban con sus manos, realmente ellos se reconocían a través de sus manos. Nosotros hasta hace dos días firmábamos con la huella de Axilar. Cuando alguien representó su mano en una pared, realmente estaba dejando constancia de sí mismo. Es decir, es que yo una vez muerto, yo, mi yo, mi mano, seguirá estando en esa pared. ¿no? Y ellos querían preservar, es decir, son conscientes de sí mismo y quieren quedarse aquí en el mundo, que la gente les recuerda. ¿no? Y es curioso cómo esas manos, cuando se ha visto un poco por las dimensiones se han asignado por ejemplo la cueva de castillo muchas manos a mujeres, también hay de hombres y en el, y no en castillo hay en otras cuevas que incluso hay de niños, pero esa ese esa eh, que haya un predominio de manos de mujeres significa que la mujer tenía ese papel relevante y que tenía ese ese papel dentro de lo que es el mundo simbólico y el mundo cultural No solo en lo que es la vida cotidiana, sino también, ya digo, dentro de las cuevas y en ese arte. Por tanto, muchas veces, cuando vemos un bisonte o un caballo que se ha representado, no sabemos si es un hombre o una mujer realmente. Puede ser cualquiera de los dos. ¿Y era eh, lo que pintaban, era lo que veían o lo que sentían? ¿Era una pintura abstracta o era simplemente una fotografía de lo que estaba delante de sus ojos? Hay las dos cosas. Hay las dos cosas. Por ejemplo, tenemos los signos. Los signos, bueno, los signos son, no se puede saber lo que es. Es decir, muchas veces, por ejemplo, un signo eh, típico sería una forma cuadrangular con subdivisiones internas. Eso no se sabría lo que es. Pero luego, por ejemplo tenemos eh, los animales. Los animales suelen ser bisontes, ciervos, ciervas, cabras, caballos. Y suelen ser animales que, que están representados también en, en, en los niveles arqueológicos. Es decir, son, suelen ser los animales que ellos cazan y, por tanto, están acostumbrados a ver y representan a ellos. Pero luego tenemos otro tipo de representaciones que se nos escapan un poco y eso sí que es fruto de la imaginación. Y son esos híbridos, es decir, se mezcla la, la, la, un bisonte, por ejemplo, con un caballo, un caballo con un toro, se mezclan unas figuras con otras, y esos híbridos muchas veces han permitido a determinados prehistoriadores justificar una teoría que es la teoría del chamanismo, ¿no? de esa capacidad de... bueno es, es, es, pues El chamán tomaría alucinógenos, ¿no? entraría en un, en un viaje al más allá, y allí vería una serie de imágenes que realmente es... Es, esas imágenes que estamos acostumbrados a ver que se mezclan unas con otras y ¡pum! se plasmaban en la pared ¿no? pero realmente tenemos de todo si os dais cuenta ¿y se sabe las técnicas que utilizaban? sí, son diversas mira la, básicamente las técnicas aplicadas serían grabado, dibujo y pintura y luego el grabado se aplica de diferentes maneras, por ejemplo el grabado se puede, se puede grabar con un artefacto de Siles que llamamos buril que tiene una, una punta de hiedra, o a veces directamente con el dedo. Si el soporte era muy blando, el dedo se, se apoyaba o se presionaba sobre el soporte y directamente se dibujaba. También hemos visto a veces que incluso en la arcilla del suelo de las cuevas han modelado formas. Por ejemplo, en Francia hay una cueva que se han modelado varios bisontes en el, en el suelo arcilloso, que son escultóricos realmente. Luego los dibujos, bueno, pues se podían hacer con un carboncillo o con un lapicero de ocre, de óxido de hierro o incluso impregnando el dedo, pues impregnaban el dedo con agua y luego se mezclaba con un colorante y con el dedo iban haciendo puntos y así hacían el, el contorno de los animales, hacían contornos punteados. Otras veces, bueno, pues alternaban, es decir, dibujaban el interior del animal con una técnica, luego lo perfilaban con un carbón, luego grababan, es decir, a veces combinaban incluso todas las técnicas, pero básicamente serían grabado, dibujo, Y pintura y las cosas eran como eran lugares de refugio donde donde esconderse o eran realmente como sus casas o pues realmente eran sus casas realmente Ellos era, consideraban eh, que ese era el lugar en donde no se escondían sino que vivían o sea que lo cuidaban como si fuera su casa no sí y de hecho además eh, no todas las se usaban de la, de la, de la misma manera Por ejemplo, tenemos cuevas que llamamos que eran cazaderos. Es decir, ellos iban en determinada época del año... ...y por ejemplo es una zona de Roquedo... ...y allí iban a cazar cabras. Otros lugares que fue una zona más, más, más desplanada... decir bueno, aquí iban a cazar ciervos. O otros lugares donde iban a a, a captar silex, silex que son esas piedras con las que luego hacían las herramientas... ...y se marchaban. Es decir, tienen eh, cuevas que ellos habitaban... ...en un momento determinado, determinado del año para captar recursos... Pero luego hay otras cuevas que nosotros llamamos campamentos base, donde a través de esas herramientas que aparecen en las excavaciones arqueológicas se ve que se hacen muchas más, eh, muchas más actividades eh, de todo tipo y entonces se ve que ellos, aunque salgan a otras cuevas, luego ellos vuelven a ese campamento base. ...que no en ese campamento base vivían siempre... ...es decir, podían estar una temporada... ...y luego se iban a otro campamento base... ...y luego hay otro tipo de cueva... ...que son las que llamamos la agregación... ...es decir, esas cuevas donde se reunirían... ...diferentes clanes o grupos... ¿Por qué? Porque tienen la necesidad de, de intercambiar información, y eso se ve a través de los útiles que van evolucionando en un lugar u otro, también intercambiarse la población, porque son grupos familiares, los niños necesitan contraer el matrimonio ¿no? y, y irse de ese grupo. Y ahí hay una anécdota que a mí me llama particularmente la atención. Yo tengo una compañera que estuvo estudiando a los aborígenes australianos, y ella me decía que cuando alguien del grupo salía, no salían las mujeres, salían los hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres, volvemos otra vez, a ese sentir de que es algo primordial, que es un pilar para que el grupo perdure, si las mujeres se van, desaparecen. Y solamente cuando una mujer salía del grupo, y esto también es muy interesante, las mujeres que salían de ese grupo tenían la facultad en el grupo nuevo donde accedían a representar las figuras como lo hacían en su grupo original. Uh -huh. Eso lo digo porque una vez me decía ella, bueno, a lo mejor los bisontes que tenéis en el castillo, que son de la Dordoña francesa, corresponden a mujeres que llegaron allí al, al castillo, quedaron allí y, y, y mantuvieron esa tradición, como hacen los aborígenes australianos, y me pareció una gran teoría, realmente no se puede demostrar, pero me parece una gran teoría. Y podemos decir, efectivamente, por lo que nos dices, que en cierto modo las cuevas fueron las primeras casas de la historia... ¿Casas sí, naturales? Pero puede decirse que sí, ¿no? Sí, sí, realmente es así. Son realmente las primeras casas y los primeros hogares. Las, las cuevas te dan por sí una visera y te dan un refugio, y ese refugio quedó como un hogar durante miles de años. Nosotros salimos de las cuevas hace 10.000 años porque hubo un cambio climático y favoreció la agricultura y la ganadería. Nosotros ya no podíamos seguir en las cuevas, porque nosotros teníamos que estar al lado del campo cultivado o, o detrás del ganado cuidando de él y por eso fue el motivo porque la es que salimos de las cuevas, pero fíjate que llamamos a nuestras casas ahora nuestra cueva por algo ese eh y realmente es así nosotros hemos estado ahora lamentablemente durante un largo tiempo dentro de nuestra cueva no uh -huh. y yo creo que incluso nos ha ayudado un poco a retomar, o sea, ir un poco a la prehistoria, ¿no? Y un poco en ese en esos tiempos yo pienso en esos grupos prehistóricos, ¿no? que estaban en esa cueva y que muchas veces habría silencios prolongados, ellos tendrían su pensamiento y sus planificaciones y yo creo que en parte todo esto, dentro de lo malo que hay, también nos ha venido bien, ¿no? Porque nos ha hecho un poco para un poco plantearnos las cosas y yo creo que bueno, que salir ahora de nuestra cueva con unas energías renovadas y con yo creo que con un cambio de mentalidad. Yo creo que era necesario parar ¿no? para volver otra vez a, a activarnos de una manera diferente. Y eso yo creo que la prehistoria también lo hacían. ¿eh? Cuando había intervalos de clima frío y sobre todo en invierno, que no no había esos recursos, ellos tendrían que tirar de los recursos que habían cogido en primavera, verano y otoño, pues ellos también tendrían su momento de, de pensar y de reestructurar un poco sus vidas. Darle, darle valor a, a las cosas. Yo... Yo quería mm, entrar en, en una cosa que no sé hasta qué punto lo, lo habéis investigado, no. Estabas claro. diciendo que es muy importante la, lo de las mujeres, ¿no? Que no uh -huh. se tenga esa pría de las mujeres, si hay pocas mujeres para reproducirse. Entonces, claro, si viene otra comunidad y le pone ojitos al grupo, al grupo, te lo digo por el tema de los Homo sapiens, los neandertales y todo eso que ha habido. Yo no sé hasta qué punto Los hombres de esa comunidad llevaban bien que, que se lo llevara el de la otra. No ya. sé no sé yo si ponían reparo o no ponían reparo. Pues yo creo que al final no, porque al final es un cambio de Bueno, primero crea lazos de consanguinidad, es decir, Ajá. al final hay, hay una, una unión entre los diferentes grupos. Y yo creo que no, porque al final, a ver, esto vulgarmente, vamos a decirlo, las gallinas que entras por las que salen, es decir, había población de otros grupos que irían a este y este se irían a otro. Entonces, es, a ver, es una opinión personal, no, no se sabe, se desconoce, pero yo creo que no habría, no habría problema en ese sentido. De hecho, no hay ningún tipo de, a día de hoy, De, de, de hallazgo arqueológico que indique que hubiera violencia entre estos grupos. Realmente todo lo contrario. Se compartía la cueva, vamos. Eso, es, <risa> sin problema. Daniel eh, Garrido, mil gracias eh, por estar ahí con nosotros, eh, por acompañarnos, eh, por enseñarnos un poquito cómo eran la cueva de nuestros antiguos eh, la cueva de nuestros padres eh, lejanos, eh, pero que son los padres de la humanidad. Dani, muchas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo. Gracias.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 minutos y eh, continuamos en la Rosa dos Ventos. Eh, hemos hecho nuestra primera parada, hemos eh, tomado aire, bueno, no, lo, lo tomo ahora, que me he ido a buscar una cosa y eh, corriendo. Hacía tomar viento un poco, ¿no? Sí, sí, sí. Y os damos eh, muchísimas gracias eh, por estar ahí, por estar ahí con nosotros, eh, por hacernos compañía durante este tiempo. Ya sabéis eh, que durante este tiempo, mientras Dure lo que dure esta situación, vamos a estar los sábados con vosotros, entre las 12 de la noche y las 4 de la madrugada. Y Onda Cero, por supuesto, os cuenta toda la actualidad. onda OndaCero.es en la página web, en donde está la actualidad, en donde está la información. Y, por supuesto, nuestros compañeros de los servicios informativos os ponen al tanto de todo. Un día el de hoy en el que se ha conocido que han existido en las últimas 24 horas 276 víctimas en 1147 casos nuevos. Cifras terribles, cifras horribles, cifras tremendas, pero, pero, desciende el caso, el número de víctimas y el número de casos. Y en esta hora que acabamos de comenzar ahora mismo, tendremos en materia reservada y tendremos también círculo secreto. Os vamos a contar la existencia de informes oficiales que hablan de ciertas teorías que tiene que ver con lo que está pasando en el mundo, con ese virus. Y que tienen que ver con el origen de ese virus, con su relación o no con las torres de 5G... Se ha producido una serie de, de cosas bastante, bastante extrañas están en esos informes, sobre los que vamos a hablar ahora en La Rosa de los Vientos. También os vamos a hablar y os vamos a contar, difícilmente eh, se puede decir que es nueva la información o toda la información es nueva porque desde hace unos meses se conocía la existencia de una serie de filmaciones y documentos que tenían que ver con los ovnis ahora se han conocido más esa información y esos documentos y esas filmaciones han tenido una repercusión en mundial algunos dicen que puede tratarse de la información ovni más importante de la historia Y por supuesto, en La Rosa de dos Vientos, más pistas, seguimos con ellas. Pistas y datos para averiguar el personaje oculto de Eso San Eso es, mira, vamos a recordar. Decimos que es un médico español, que ha pasado la historia por su especialidad y que era un gran defensor de la vida sana en contacto con la naturaleza. Y aquí os damos una segunda pista. ¿Quién es si tras una enfermedad grave decidió volcarse por entero? en la medicina y la ciencia Ignacio Barraquer que revolucionó la cirugía de cataratas en pleno siglo XX o es Francisco Javier de Balmis que difundió la vacuna de la viruela allende nuestras fronteras en el siglo XIX o acaso Santiago Ramón y Cajal pionero en multitud de asuntos y padre de la neurociencia ya sabéis que podéis escribir en rosa.vientos a si lo hacéis a nuestro correo O si queréis participar en Twitter, con almohadillas rosavientos nos, decí, nos decís cuál es vuestra opción del médico, que es el personaje, el protagonista del concurso, y entre todos, todos, todos, todos, los que acertéis, claro, uno de vosotros tendrá un detalle muy cariñosito del programa, y dedicado y todo. Así que venga rápidamente a participar o al correo o a Twitter. Así que mucha suerte. Hoy, una vez más, vamos a estar hasta las 4 de la madrugada Ha comenzado hace algo más de una hora El programa 4 horas Ahora son la 1 y 10 minutos La rosa de los vientos en Onda Cero Materia Reservada 2.0 Fernando Rueda, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, aquí estoy, sin moverme para, para que me oigáis perfectamente. Y te vamos a oír perfectamente y nos vas a comentar información que es muy importante, información que sale... ...de diversos eh, servicios de inteligencia, algunos vinculados a agencias de inteligencia, otros eh, no... ...pero lógicamente están hablando de esos informes, eh, algunos en nuestro país están hablando de lo que está ocurriendo... Eh, ¿Cómo no podía ser de otra forma, ¿no? Sí, eh, hoy eh, hablamos de un, de un informe que procede del de, eh, Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad... Para aclararnos, este centro que os acabo de decir eh, pertenece al eh, Ministerio del Interior, lo lleva la Policía Nacional y la Guardia Civil y eh, digamos que viene a ser algo, entre comillas, similar al Centro Criptológico Nacional que es el que lleva el eh, CNI. Uh -huh. Son servicios que básicamente en, en una época de crisis como esta lo que hace es informar nada más y nada menos que al Departamento de Seguridad Nacional, que está en el Palacio de Amoncloa, cuyo director es el general Miguel Ángel Balleste. Con, bueno, pues, con lo cual es un poco ese organismo, eh, perdona Fernando, pero algo parecido sí. a un Guadiana. Eh, ¿Es ahí pero o se activa en momentos en de crisis? Efectivamente. Eh, dentro de este Centro Nacional de Protección de Infraestructura, que está permanentemente el del Ministerio del Interior, hay una eh, eh, oficina de coordinación cibernética, que eh, digamos que dentro de, de, de ese centro lo que hace es cumplir, llevar a cabo determinadas misiones que se activan cuando la situación es necesaria. Eh, y estoy hablando, por ejemplo, cuando se producen eh, momentos claves eh, de amenazas contra infraestructuras críticas y campañas de desinformación, pero campañas de desinformación que afectan al Estado, es decir, no, eh, no de, guerras entre entre partidos, yo voy a poner un ejemplo la oficina de coordinación cibernética fue la que eh, descubrió mm, hace un mes eh, que había operaciones de tráfico de material eh, de sanitario es decir, de, de uh -huh. mascarillas y de supuestas medicinas a través de, eh, ¿dónde? de la web profunda y entonces ellos que estaban ahí eh, vigilantes, fue, fueron cuando descubrieron, joder Que la gente ahora, ya sabéis que cuando hay este tipo de tráficos, ahora la forma de ofrecerlas y la forma de, de comerciar, o una de ellas, es a través de la red. Bueno, pues esa oficina de coordinación cibernética ha elaborado un informe que, ha, que hace unos días eh, sacó, publicó José María Olmo en, en el confidencial, que decía unas cosas eh, que es importante haber hecho esta presentación porque estamos hablando de un centro absolutamente serio y absolutamente eh, eh, prestigioso ¿no? y decían básicamente dos cosas la primera que eh, hay eh, una serie eh, de, de grupos mmm, peligrosos grupos violentos en, en, en Europa que pueden tener conexiones con, con algún grupo en España que llevan a cabo, una, una de las cosas que están llevando a cabo es intentar eh, aprovecharse de esta situación de crisis para eh, llevar eh, el pánico a la eh, población. ¿Y cómo quieren llevar el pánico a la, a la eh, población? Bueno, pues aprovechándose de que esta situación de que estamos viviendo con el coronavirus nos tiene eh, aislados, que existe un montón de de pánico y entonces ellos quieren aprovecharse de, de esta situación y quieren aprovecharse, bueno, pues llevando a cabo eh, situaciones de, de eh, violencia, situaciones de, mm, que puedan provocar el terror en, en la gente. ¿no? Este tipo de grupos eh, que serían, según ese informe anarquistas en ACES, eh, ¿cuál sería su afiliación? Pues ahí está, es decir, lo, lo curioso, no sé si puedo utilizar la palabra curioso, Bruno y Silvia, eh, pero sí es llamativo que son grupos de la extrema derecha y de la extrema izquierda, es decir, son grupos anarquistas y son grupos eh, de, de extrema derecha, que lo que quieren hacer es algo que, si hombre, si analizamos la historia del mundo, es algo que, que esos grupos han intentado... Eh, a lo largo de la historia en, en unas cuantas ocasiones, ¿no? Por ejemplo, y, y os pongo una de las cosas que ellos dicen que el, el, la Oficina de Coordinación Cibernética cita, ¿no? Que es, por ejemplo, eh, lanzar eh, una propaganda que eh, aliente el, el pánico y que eh, podría ser eh, mediante medidas en las cuales puedan atacar directamente al personal sanitario para que, eh, digamos, que se cree en la sociedad una impresión de que no hay médicos suficientes para, para atenderlos y entonces, bueno, pues, eh, pues eso, tratar de alguna forma de intervenir para cambiar el, el sistema ¿no? se tienen esto, identificados esto, a estos grupos esto es terriblemente ¿Eh? ¿Se terriblemente ¿Se grave porque eh, recordemos Pero a Fernando no. que hay una serie de teorías eh, bueno pues que nos hacen pensar que quizá quizá eh, tenemos eh, que pensar que es posible que se esté utilizando y manipulando a determinada gente para que tenga una serie de teorías Sí, claro. Eh, lo que decim Decimos esto porque, eh, como sabéis, al ser un informe de, de, de un centro serio, eh, ellos, eh, han, digamos que es la policía, que es la Guardia Civil, que son los especialistas que mm, básicamente interceptan eh, todo tipo de comunicaciones, muchas de estas tienen lugar a, tra a través de de Telegram, y estos lo que han hecho ha sido... Eh, identificar estos grupos que os he dicho que dicen que tienen relación con, con, con grupos españoles con, por ejemplo citan eh, a, al, al partido Democracia Nacional no quiere decir que Democracia Nacional esté metido sino que mantiene relación con grupos en Europa que están moviendo este tipo de, de, de situaciones y que mm, lo que pretenden es eh, Crear el pánico y, y, y, y estudian y, y analizan, por ejemplo, hacer ataques en los sistemas de, de transporte, ¿no? porque dicen que es, eh, que, eh, que es algo que podría dar eh, un montón de miedo y un montón de, de, de cosas. Y al mismo tiempo se aprovechan, eh, Bruno, de las teorías eh, conspirativas que se están produciendo para tratar de eh, beneficiarlas en su propio para tratar de utilizarlas en su propio beneficio, ¿no? Por ejemplo, culpan eh, a los judíos y a los musulmanes de ser los que están detrás de todo, de toda esta enfermedad del coronavirus, ¿no? Pero esto es un poco como una especie de grupos de movimiento de distracción O son grupos que de alguna forma se saben de dónde viene su origen o están removiendo, aprovechando que está todo mm, eh, tan eh, enrarecido para intentar sacar ellos provecho de alguna manera y, y, y tirar para ellos. Me refiero a que si son personas que las están utilizando otros grupos que, es, que, que realmente son los que llevan la voz cantante. Lo que sabemos por, por eh, este informe es que son grupos que están en Europa y que esos grupos lo que están es moviendo eh, e intentando buscar eh, acólitos en toda, en toda eh, Europa para llevar a cabo eh, acciones mm, que eh, sean acciones eh, violentas y que además eh, eh, utilizan Esas, esas teorías de, de que esto es un es una conspiración de que sol, de que hay alguien detrás de todo este virus para provocar el, el, el caos es que te lo digo porque lo me que re... no dice nada es que sobre ese tema en concreto este informe luego veremos otras cosas pero este informe que estamos hablando de español no dice nada es que me recuerda un poco a, a los movimientos yihadistas cuando intentaban inculcar esa ideología a, a la gente no que estaba buscando un poco eh, esos valores así extremos y al final eran los lobos solitarios los que atacaban. O sea, que es como que les meten una serie de, de ideas a las personas para que se, se digan, yo tengo que, que coger y eliminar esto, ¿no? Como los ataques terroristas solitarios. De alguna forma sería sí, esto sí, que no, tú estás ¿eh? hablando, el ¿eh? acólito que lo buscas para que al final coja y, y ataque y vaya contra esa supuesto Eh, antena de 5G. Es que ahora mismo, en, en la sociedad de la información en la que vivimos, en la cual tú lanzas un mensaje en, en un lugar perdido de un desierto, y ese mensaje llega a todo el mundo, eh, al final, eh, lo que eh, produce el... Eh, yo, ha hecho que tú eh, le llamas, lo he bautizado como el efecto Bin Laden, ¿no? uh -huh. es decir, Bin Laden tiene la capacidad de decir mmm, España es un, un gran amenaza y, y hay que atentar contra España. Y hay alguien que está en España, que cree fervorosamente en eso y que eh, lleva a cabo eh, atentados. O lo lleva en eh, Gran Bretaña, o lo lleva en, en, en Cuarta Guerra. Y esto se demuestra, por ejemplo, en eh, lo que eh, Bruno ha mencionado en la, en la entradilla, que es un poco eh, la tecnología 5G, en la cual ya se han producido atentados eh, con, de gente que se ha creído esta teoría. Y ahí está el problema, gente que se cree ese tipo de teorías, los ataques eh, contra antenas eh, de 5G, relacionar el coronavirus eh, con el 5G, bueno, pues evidentemente no tiene ningún sentido, ningún fundamento científico, pero eh, tiene una serie de consecuencias, eh, que son estas, los ataques pero... que está viendo. Sí, pero el, el, el otro día hablábamos de cuando el, el Servicio Secreto ruso, en plena Guerra Fría, lanzó la teoría de que el, el SIDA se había producido en un laboratorio de Estados Unidos, ¿no? Y a sí. partir de ahí hubo gente, hubo científicos, entre comillas lo de los científicos, ¿no? Pero científicos que dijeron que, que avalaron esa, esa teoría. Medios de comunicación que la, eh, la avalaron. Bueno, aquí pasa exactamente lo mismo, ¿no? Eh, precisamente el informe, la última cosa que dice, luego hablaremos de otras cosas, de otros informes, es, eh, hablan, por ejemplo, del, del de un científico estadounidense, le llaman Científico, Thomas Cowan, que dice que el coronavirus no es una eh, enfermedad, sino que es una alteración en el cuerpo, eh, en nuestro cuerpo, ¿por qué?, por la creación de unos campos electromagnéticos nuevos que están vinculados con la tecnología de la, de, de la comunicación de 5G. Es decir, que de alguna forma eh, el, el 5G eh, inutiliza, el, inutiliza los sistemas inmunes de los que ahora se habla tanto, que es lo que eh, ataca el, el virus o que se, se transmite a través de eso. Y esto... ¿Qué es lo que ha llevado? Ha llevado a que en el Reino Unido, según la BBC, se llevan eh, montones de ataques. Yo llegaba a leer, eh, me extraña, pero 60 ataques contra postes de 5G y 4G, pero que también ha habido ataques en los Países Bajos y en Chipre. Es decir, que ha habido gente que considera que esto que estamos pasando, este demonio que nos está atacando, tiene que ver con el 5G. ¿Qué es lo que pasa? Que, como ha dicho Bruno, pues la comunidad científica ha dicho, por ejemplo, en Inglaterra, que es donde, en Gran Bretaña, que es donde esto está eh, teniendo más problemas, Stephen Powish, el director médico del Servicio Nacional de Salud de Inglaterra, dice que es el, el peor eh, tipo de noticia falsa. Otro, o, otro miembro, Simon Clark, dice que no resiste el escrutinio de, científico, que es una noción eh, basura Eh, total, y los que no son científicos sino son simplemente informadores nos explican que, eh, que es, esto es un grave error, ¿no? porque muchas de las ciudades del Reino Unido todavía no tienen tecnología 5G, y el virus está en Irán, que por ejemplo... Eh, sabéis el lío que se ha montado, donde uh -huh. no se utiliza esa tecnología. ¿Y qué es eh, lo que dicen eh, sobre los científicos? Eh, porque también se intentan dar una serie de informaciones para sembrar la duda sobre ellos y su labor, ¿no? Sí, pues claro, porque eh, al final eh, hay una serie de, de, de teorías y de cosas. que todo, Estamos a nivel de la teoría porque todavía nadie nos ha dicho exactamente Eh, ha podido aportar una información, digamos, eh, científica de, de, de lo que es, sino la gente está negando o afirmando cosas, ¿no? Entonces, estamos con, con, con la discusión sobre si esto es la creación. Se, se ha creado en el laboratorio, básicamente, en el de Wuhan, y si fue, hubo una propagación, ya sabéis que se dice que fue accidental. Y Sin embargo, todas hay esas informes... informaciones, hemos de decir, todas esas informaciones no tienen sustento científico. Sí, bueno, pero hay medios yo yo he encontrado eh, un, un artículo, eh, por ejemplo en que yo no conozco qué revista es en Technocracy New ¿no? que dice, que defiende eh, precisamente esta teoría y hay y hay gente que defiende eh, eh, que fue creado en el en, de forma premeditada en Wuhan para reducir la población de ancianos en el país eh, y equilibrar el porcentaje entre hombres y mujeres quiere decir que que hay quien a, hace esta aportación es, bien es cierto que hay eh, un montón de científicos que, eh, que a, aseguran y leo una de las conclusiones de la revista Nature que es una, re, una revista eh, bastante prestigiosa que dice que lo, que lo creó la naturaleza y que una máquina de contagio leo textualmente tan perfecta está muy lejos del alcance de la creación artificial Sí, claro, que cada uno hace la lectura. Una de las de las ciudades que que está Como por delante tecnológicamente que, que o sea la zona el, es que es que no es ciudad es el país que es eh, San Marino la zona de San Marino pues eh, es una de las cosas que ponen muchos los que eh, eh, creen en esta teoría ¿no? de que el 5G está relacionado con el coronavirus porque dicen que por la población por la cantidad de población que hay que hay mucho eh, enfermo de coronavirus y que se debe a que realmente influye esta tecnología de, del 5G pero yo Yo no sé si en España hemos tenido eh, alguna amenaza o el Ministerio del Interior o esta oficina que tú comentabas de coordinación cibernética ha tenido alguna información que haya recibido sobre de, de que les alerte de, de posibles ataques sobre estas torres de 5G. Hablan de, de precauciones en la información de, de, de, del confidencial... Eh, se deduce que ellos alertan de que hay que tener precauciones, eso sí. Porque si ha habido locos que han producido ataques en, en el Reino Unido, en Países Bajos y en Chipre, esos locos pueden surgir en cualquier sitio. pues Además son tan locos que eh, yo no, no, no distinguen los postes de 5G de los de 4G. Algunos de los ataques han sido contra 4G, yo aquí no sabría tampoco eh, diferenciarlos pero eh, obviamente cuando lanzan esto es porque eh, avisan de que hay que tener esas precauciones y que eso podría surgir, porque en el fondo basta que haya eh, un, uno, dos, tres, cuatro locos para que te, te monten un follón, no tiene por qué ser un follón tremendo, pero sí para que te lo monten, ¿no? Es decir, que aquí no, no tiene que ser un grupo totalmente organizado lo que lo lleve a cabo, ¿no? Sino que puede ser esto. Fijaros que también sobre el 5G, Se dijo, y yo lo, lo he leído en Facebook en algún momento y tal, que, que Wuhan eh, era el primer sitio donde se hizo el experimento eh, de 5G en China, que es una verdad eh, manipulada, ¿no? Porque es verdad que se hizo en Wuhan, pero también se hizo en 15 eh, ciudades más, ¿no? Sin embargo, solamente fue en Wuhan, ¿no? Es decir, fijaros como lo que es la, la, la desinformación, ¿no? Hay una base eh, cierta, pero... En global la información es falsa. La CIA decía ayer, creo que era en una serie de informes, que el presidente de los Estados Unidos también había sido víctima de estos bulos. Bueno, eh, el tema de bueno, no es que no decía así, tema... pero él sí. hacía alusión al origen, a una serie de cosas. No deja de ser curioso que el 5G se asocia mucho a China. Eh, parece que todo enlaza por ahí un poco. ¿eh? Sí, eh, lo, lo que pasa es que, de verdad, yo con, con el tema de Estados Unidos, yo alucino, alucino por colores un poco, ¿no? Porque Donald Trump eh, dijo el, el jueves que el coronavirus se originó en un laboratorio de Wuhan, ¿no? Y entonces, además es que hubo una pregunta directa de un periodista, y dijo textualmente, le preguntó al periodista si tenía pruebas, fijaros lo que os digo, si tenía pruebas, ¿no? Y él dijo, sí. Si sí las tengo, y creo que la Organización Mundial de la Salud debería estar avergonzada. Es decir, un presidente de Estados Unidos dice esto en cualquier otro momento, oye, y va a misa. Eh, bueno, hay otros presidentes que también se han inventado cosas. ¿no? <risa> Pero, no, es que estoy pensando, claro, llevo hablando de, del presidente Bush y de la, la, con, el, con el libro de destrucción masiva, como claro. se inventó lo de la, lo de las armas de destrucción masiva, Y yo mismo me he dado cuenta de que lo que he dicho ha sido un poco exagerado. Pero es que antes, horas antes incluso, la Dirección de Inteligencia de Estados Unidos, ni más ni menos, hizo un comunicado que la propia prensa estadounidense eh, eh, califica de poco habitual en el que decía que el COVID no es artificial ni, ni genéticamente modificado. Y explican que hasta este momento no tienen datos de que, haya sido creado en eh, Wuhan y que además lo van, siguen investigando y siguen investigando. Pero es que paralelamente nos hemos enterado de que llevan meses el gobierno de, de Trump presionando y presionando a la CIA y a, to, y a, a la NSA y todos para que corroboren lo que ellos dicen. Y lo que ellos dicen es que China... Eh, de alguna forma ha mentido porque sabe que el origen eh, era ese y que entonces eh, que, lo, que lo, lo demuestren incluso el, el director de la oficina del Consejo de Seguridad Nacional, Antonio Ruggiero, este, fijaros, este sí es el encargado del seguimiento de las armas de destrucción masiva, ahora que estaba hablando con todo este lío... No, no, es que eh... es un ejemplo perfecto. Es que se puede hacer perfecto igual, igual. O sea, acuérdate que en la ONU estuvieron totalmente eh, manipulando y controlando con las escuchas a ver quién estaba a favor o no del tema de, de la guerra contra Irak. ...para así un poco manipular... ...y al final que todo... el, el ...incluso la, la gente de las poblaciones... ...de los diferentes países... ...estuvieran a favor de la guerra... ...o sea que este señor perfectamente puede estar... ...presionando a los organismos... ...que él puede manipular... ...para que al final todo... ...sea como un conclave que digan... ...sí, sí, que señale a que realmente... ...fue en China donde se orquestó todo... ...o sea que, es que el ejemplo que estás haciendo es perfecto... ...sí, lo que pasa es que... ...al final... Eh, lo que pasa es que ahora mismo se convierte esto en una campaña en Estados Unidos contra la CIA a la que acusan de la incapacidad de dar una respuesta. Porque claro, la Casa Blanca, eh, incluso eh, el otro día eh, lo dijo una de la cadena de, de televisión, que la Casa Blanca había les había presionado para que barrieran todas las comunicaciones interceptadas, y leo textualmente, datos e imágenes por satélites, para averiguar si la China y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, están aliadas para ocultar cuál era el verdadero motivo. De, es el verdadero motivo. del de este. Es decir, eh, cuando el verdadero motivo... Eh, ¿Qué queréis que os diga? Eh, no tiene por qué descubrir los satélites, lo pueden descubrir los espías sobre, sobre el terreno. Pero es la necesidad que ahora se ha generado en Estados Unidos de culpar a, a China, que a lo mejor lo es, y yo no digo que no lo sea, pero parece más bien como un deseo de, de salvar los muebles ¿no? de, del propio gobierno eh, en el tema de contra China y contra lo, la Organización Mundial de la Salud, reconociendo que China se ha equivocado Reconociendo que la Organización Mundial se puede haber equivocado, que todas estas cosas, pero esto de mandar a, a los el, eh, el sistema de espionaje tan potente contra ellos, la verdad es que... Huele, huele al menos, ya lo digo, a mí me huele mucho a lo de las armas de estos firmas. Fíjate que hace ya muchos años, eh, décadas incluso, y no nos imaginamos, eh, pero los eh, tiempos han cambiado. La CIA en sus informes eh, decía que posiblemente el gran rival de Estados Unidos en el siglo XXI iba a ser China, y China y Estados Unidos iban a protagonizar una especie de, no guerra mundial, pero sí guerra fría. Pues estamos en ella. Sí, pero... O sea, tenía razón que... la CIA cuando anunció eso. Lo que pasa es que sí, ahora son sí. víctimas de una serie de cosas. Sí, lo único que pasa es que ahora, eh, en este momento, en esta coyuntura actual, China eh, se ha convertido ahí porque, de alguna forma, la Casa Blanca necesita tener un malo en esta en esta historia. Que a lo mejor lo es, <ríe> si yo no digo que no lo sea. Lo que digo es que llevan tres meses, cuatro meses investigando esto, investigando que se haya provocado, eh, aunque sea por un error en el laboratorio, y no lo han eh, demostrado. El servicio secreto más potente del mundo, con toda la tecnología y hasta ahora, no ha, no, no ha podido demostrarlo. Y estoy seguro que otros servicios secretos, incluido el servicio secreto ruso, si pudiera demostrar esto, bueno, sería eh, genial por, poder acabar con China. Digamos, ¿no? Decirlo sobre Y, sin embargo, hasta ahora ese, tipo, ese dato no, no, no se ha conseguido. El caso es meternos miedo. pues Si no es por una cosa, es por otra. Y, al final, tener controlada la población para que no podamos estar moviéndonos libremente. Es que parece que todo desemboca en lo mismo. Bueno, y todo desemboca en que eh, a finales de año hay elecciones en Estados Unidos. Oh. Todo desemboca en que los políticos... Están eh, pasando unos momentos de gobierno muy complicados y todos temen el que en unas, eh, en todos los países, todos temen que, que esto les pueda costar la, la carrera política. ¿no? Fernando, ¿te parece que tiremos de la manta un poquito? Venga, vamos, Venga. al ataque. Tirar de la manta esta noche, Fernando Rueda, nos habla de cómo los... ...ni siquiera en los tiempos de pandemia mundial, los yihadistas se deparan. Una de las preguntas que me he formulado en estos días de encierro... ...es si los grupos terroristas yihadistas han dejado de actuar o siguen haciéndolo. La conclusión os la adelanto ya. Intentan seguir activos, aunque con muchas limitaciones. En Irak, una de las zonas de influencia importantes en el mundo están intentando sacar partido al coronavirus para ampliar sus actividades. Se aprovechan de que las fuerzas militares extranjeras se han encerrado en sus cuarteles por la pandemia y las fuerzas locales tienen mucho cuidado. Es verdad que han aumentado los atentados y se prevé que lo hagan más con la intención de desestabilizar el país. Pero la verdad es que el Estado Islámico ya antes había perdido la fuerza de antaño y sus actividades no pasan de ser escaramuzas algo que intentan vender como un éxito, cuando la realidad es que la disminución en el último año de fuerzas militares extranjeras ya les dio un cierto respiro para reagruparse, pero carecen de los soldados y los medios necesarios para volver a ser la fuerza que antaño ocupaba territorios y provocaba el pánico sobre sus ocupantes. Esto ha hecho que los estadounidenses y sus aliados, entre los que se cuenta España, estén relativamente tranquilos. Los terroristas no tienen ahora capacidad de revertir la derrota que les infringieron. Les ven intentando recuperar la iniciativa, pero están seguros de que no dejarán de ser una mosca cojonera. En nuestro país han recibido un golpe psicológico. El coronavirus y las consecuentes mascarillas y limitaciones para andar por la calle no han podido impedir que uno de los retornados de la guerra de Siria, considerado un salvaje sin escrúpulos, haya escapado de la presión policial. Abdel Bari, un rapero que hace años dejó su bonanza económica para unirse al Estado Islámico en Siria, se hizo tristemente famoso cuando apareció en una fotografía con la cabeza de un infiel en una de sus manos. Los servicios secretos occidentales le tomaron la matrícula y nunca, nunca le han olvidado. El CNI, que intercambia información con otros servicios, ...fue alertado de su intento de regresar a Europa por España... ...vía el norte de África... ...pasó la información a la policía... ...y hace unos días... ...los Geo le detuvieron en Almería... ...junto con dos amigos... ...de nada le sirvió esconderse tras una mascarilla... ...los sistemas de reconocimiento facial... ...estudian orejas, frente y demás... ...otro caso reciente tiene que ver con las actividades en las redes... ...muy típica de los simpatizantes del Estado Islámico... ...uno de ellos... Ha estado despachándose a gusto contra el rey Felipe y otras instituciones del Estado en nombre del grupo terrorista. Lo detectaron y también le han cazado. Otro a la cárcel. Y es que los terroristas yihadistas intentan aprovechar... Es que los eh, terroristas yihadistas, eh, Fernando, intentan aprovechar, ¿no? Parece que vas a decir. Ahí nos hemos quedado. Los terroristas yihadistas intentan aprovecharse de la epidemia, sin duda, pero las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el CNI no han bajado. ¿Qué no han bajado? A ver, Fernando. Están de rebajas. Los yihadistas están Hola. de rebajas. Te están cortando los yihadistas la conexión, ¿eh? No han bajado, se ha quedado. Tirar de la manta con Fernando Rueda. Comentamos toda la información sobre... ¿Qué están haciendo los yihadistas en este tiempo, en este tiempo de pandemia global? Lo estamos averiguando con él, lo estamos averiguando con Fernando Rueda, que nos está contando. Toda la información nos ha contado hoy en materia reservada un poco lo que aparece en esa serie de documentos relacionados hoy con los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en España y en Estados Unidos. Esas informaciones y nos está contando ahora también qué están haciendo los yihadistas. Que los yihadistas han dicho esto de que tirar de la manta no es lo adecuado. En nuestro caso tiene que ser tirar de la alfombra. <ríe> Entonces, por eso debe ser que han dicho que nos están comentando lo de la antena y lo de la torre. Pues vamos a coger y a dar motivos para que realmente sea así. Y, y vamos, vamos eso... a cortarte. Eso es lo que han dicho, Fernando. Pero ¿qué ha pasado? que no, bueno, no... lo sé, pero es igual, te ha, que, que te han cortado. Que has tirado de la, de la manta y has, has mm, eh, pues eso, esparcido demasiado polvo por la zona. Te has quedado en bajo o debajo, en una cosa así, era, ah. en los yihadistas y ahí te has quedado. Y es que decía, no sé si era ya al final, ¿no? Y sí. sí. decía, y es que los terroristas yihadistas intentan aprovecharse de la epidemia, sin duda, pero las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el CNI no han bajado la guardia. Justo. Fernando Rueda, mil gracias eh, por estar con nosotros, eh, mil gracias eh, por contarnos información una semana más, un abrazo. Un beso, Venga, cuídate en tu cueva. Luego, Adiós. Chao, gracias. onda cero, la rosa de los vientos el círculo secreto y atención, se puede calificar como la noticia ovni más importante de la historia Ha tenido una difusión eh, tremenda, una serie de filmaciones, se conocía alguna información eh, ya, se conocía algún dato ya, pero esta semana ha sido una explosión en todo el mundo. Una serie de filmaciones eh, relacionadas con el Pentágono, relacionadas eh, con la Marina de los Estados Unidos, una serie de datos, ofrís que se ha filtrado, que se han dado a conocer y que se han dado a conocer, es lo importante, oficialmente. Y sobre este asunto hablamos con Miguel Pedrero. En el Círculo Secreto, Miguel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué? ¿Qué? La, la ¿Qué? información ovni más importante de la historia, no lo digo yo. Posiblemente, <risa> es verdad, lo dices tú también. Sí, sí, sí, sin duda es una de las grandes noticias de la corta historia de la ufología, no solo por lo que supone que, que el Pentágono de Carta de Veracidad a estos tres vídeos que son unos vídeos espectaculares filmados por varios cazas militares sí de la Armada estadounidense, de la Marina de los Estados Unidos que estuvieron persiguiendo ovnis y que filmaron con las cámaras incorporadas a sus cazas esos objetos voladores no identificados digo, no es importante solo por eso sino por todas las implicaciones que tienen estos vídeos Se denota feliz, ¿eh? Es sí, que no, según no. Estás, te lo, lo estás transmitiendo con una sonrisa de oreja a oreja como diciendo, este es el momento ahora sí que no pueden decir que esto es falso Exacto, llevo, llevo dos días buceando en todas las... ...las informaciones sobre este tema... ...y creo que ya tengo bastante claro... Eh, ...no sólo... Mmm, ...por qué el Pentágono ha dado... ...ahora en este momento carta de veracidad... ...a, a, a estas filmaciones... ...sino también de dónde proceden... ...porque en realidad, y lo comentabais... ...al principio del programa... ...no son vídeos nuevos, es decir, son vídeos... ...que ya habían sido filtrados a la prensa... y había cierto debate... ...sobre su veracidad o no... ...aunque estaba bastante contrastada su veracidad... ...siempre había algunos negadores, algunos negacionistas que decían que no, que estos no eran unos vídeos que, que provenían del, del Pentágono. Y ahora es el propio Pentágono el que acaba de avalar la veracidad de estos vídeos. ¿Y por qué lo ha hecho ahora, cuando teóricamente está pasando al toco go tan gordo, tan importante a nivel mundial, para pasar en desapercibida esa información, para que se diluya con el tiempo, entre otras cosas? Claro, quizás sí, porque porque en realidad, si el Pentágono ha realizado este movimiento, como, como otros anteriores, cuando algunos portavoces de la Marina de los Estados Unidos tuvieron que reconocer la veracidad del fenómeno OVNI, públicamente. Esto, si os acordáis, fue aquella noticia que dieron la mayoría de medios de comunicación afirmando que el gobierno de los Estados Unidos había reconocido la verdad OVNI. No era exactamente así, no era para tanto, pero si era cierto, o si es cierto... Que, que algunos portavoces, en, en concreto un portavoz de la Marina de los Estados Unidos reconoció que constantemente había una serie de objetos voladores no identificados que surcaban el espacio aéreo de los Estados Unidos, que hacían gala de una tecnología muy, muy, muy avanzada, muy por encima de la tecnología que tenemos hoy en día y que no sabían qué demonios era y que en varias ocasiones habían puesto en peligro a varios pilotos militares, ¿no? Es decir, que está muy presionada la Marina de los Estados Unidos eh, por algunos militares que quieren que esto ya se dé a conocer y sobre todo por algunos pilotos que, que han denunciado públicamente que esos objetos voladores no identificados han puesto en riesgo su seguridad. ¿no? Incluso uno de ellos llegó a, a declarar al New York Times que era cuestión de tiempo que hubiera algún muerto encima de la mesa porque esos objetos voladores se estaban acercando demasiado a los cazas militares y en varias ocasiones hubo incluso peligro de impacto. En una de esas filmaciones que se ha conocido, hay un momento que me parece importantísimo, es un momento en el cual esas, esas filmaciones, pongamos en caso de un piloto de combate eh, norteamericano de la USAF, está filmando algo, algo que le llama la atención y en un momento determinado apunta... Eh, hacia ese objeto lo encuadra bueno pues ese momento lo celebraba con jolorio el que lo estaba filmando y lo hacía de este modo oh my gosh Que eso significaba, eh, Miguel, bueno. que lo podía abatir en ese momento, en ese instante. Y por eso, el jorgorio. Sí, de decía, estaba intentando captar ese objeto volador. Esta es la tercera filmación que ha avalado el, el Pentágono. En esta filmación se ve un objeto ovalado que se desplaza, se desplaza a cierta altura sobre el agua. Eh, no tiene alas y aparentemente tampoco un sistema de propulsión, es decir, no deja un rastro de su propulsión, ¿no? es algo muy, muy, muy espectacular, Eh, y, y lo que están diciendo, uno de ellos dice, uno de los pilotos dice, lo encontré pillado, y otro dice, ¿qué coño es eso?, y otro dice, oh, Dios mío, tío, ¿qué es eso?, y otro dice, ¿qué es eso?, pero míralo como vuela, ¿qué demonios es eso?, ¿no? es decir, que lo que estaban... Eh, demostrando, era aparte de un gran nerviosismo, una gran sorpresa. Como digo, ese es el tercer vídeo, pero hay otros dos. ¿no? Este es un vídeo este, del que estamos hablando ahora, que es del año 2015, pero hay otros dos. Hay uno del 2004, en el que se observa un objeto ovalado, en vuelo, que además es muy espectacular, porque en cuestión de un segundo acelera y desaparece de la escena en una maniobra absolutamente increíble, La segunda filmación es del año dos mil 2015 y se ve un objeto, tenemos que decirlo así, un objeto en forma de platillo volante que gira sobre sí mismo. Y, el ter y la tercera filmación es esta a la que hemos hecho alusión hace hace un momento. Estas son las tres filmaciones a las que el Pentágono le ha dado carta de veracidad. Además, en una nota oficial en la que eh, leemos... Que el Pentágono dice que, que la publicación de estos vídeos... ...no afecta ninguna capacidad o sistema sensible de defensa... ...y tampoco afecta a posteriores investigaciones... ...que se puedan realizar sobre incursiones... ...de aeronaves no identificadas... ...en el espacio aéreo de los Estados Unidos... ...y sigue diciendo esta nota oficial... Eh, eh, el Pentágono lo que pretende es acabar con el debate sobre si estos vídeos son reales o no, efectivamente son reales y pertenecen al Departamento de Defensa. Y, y se escuchaba se escuchaba lo siguiente eh, se escuchaba esa exclamación ese jolgorio sí. eh, el piloto en ese instante lograba apuntar a ese artefacto, lo podía batir y lo celebraba de este modo Unos vídeos y unas imágenes, Miguel, vinculadas a un programa de identificación, a un programa del Pentágono, a un programa que ha sido impulsado por importantes políticos en Estados Unidos. Sí, esta es una historia de la que hemos hablado en en varios momentos, en, en este programa, en La Rosa de los Vientos, pero yo creo que tenemos que, que, que contar de principio a fin en qué consiste este programa de identificación de amenazas aeroespaciales avanzadas. que Así se llama el nombrecito, pero en realidad es un programa de investigación OVNI dentro del Pentágono. Y esta información sale a la luz el 21 de diciembre del año 2017 en una exclusiva del New York Times. Además, una exclusiva en la que participan tres periodistas y una de ellas... Es una vieja conocida de este programa, es Leslie King, ¿no? que es una, una periodista especializada en temas de defensa que en los últimos años se ha interesado por el fenómeno ovni, ¿no? el fenómeno ovni vinculado a, a, al ejército y a, y a los servicios de inteligencia. Bueno, es una entrevista a Luis Elizondo, que fue jefe de este programa de investigación ovni del Pentágono hasta octubre de 2017 y que. Mmm, y que dejó eh, este, este programa por dos cuestiones, según él mismo ha afirmado. En principio, en primer lugar, por el excesivo secretismo, y es que la finalidad de este programa de investigación OVNI no era conocer la naturaleza del fenómeno OVNI, sino que era conocer qué tipo de tecnología utilizaba el fenómeno OVNI para replicarla. Y, y, y Luis Elizondo lo que argumentaba es que, ...tendrían que poner más carne en el asador, más interés... ...para saber cuál era el origen del fenómeno OVNI... ...y en segundo lugar denunciaba que había una serie de altos cargos... ...dentro del Pentágono, de generales del Pentágono... ...y de altos cargos en la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos... ...que estaban intentando cerrar el programa... ...pero por una cuestión eh, de creencias personales... ...porque todos ellos eran eh, militantes de iglesias... Eh, evangélicas, muy fundamentalistas, y estaban convencidos de que detrás del fenómeno ovni estaba el demonio, y que esos ovnis no eran más que proyecciones del mismísimo Satanás para eh, confundir al ejército de los Estados Unidos. Por lo tanto, lo que había que hacer es no hacer caso al fenómeno, fijaros, eh, de lo que estamos hablando, y que eran ellos los principales enemigos de este de este programa. Acto seguido, lo que hacen los periodistas del New York Times es contactar con varios nombres que da Luis Elizondo, es decir, de las personas que estaban detrás de este de este programa. Es decir, Luis Elizondo nombra a Harry Reid. Harry Reid es una de las, o era, uno de los políticos más poderosos de los Estados Unidos. Era nada más y nada menos que el jefe del Partido Demócrata en el Senado de los Estados Unidos. Y este hombre fue el principal impulsor de este proyecto de investigación OVNI. El New York Times se pone en contacto con él, Y él no solamente reconoce que esto es así, sino que dice que es lo más importante que ha hecho en toda su carrera como político, impulsar este grupo dentro de, del Pentágono de Investigación OVNI. Como muchos otros proyectos secretos, parte de este proyecto se subcontrata, se subcontrata a una empresa privada que se llama Bigelow Aerospace, ¿no? que es una, eh, o era, porque ya desapareció, era una empresa espacial, propiedad. ...de un tipo que es multimillonario... ...que hizo muchísimo dinero eh, con negocios hoteleros... ...y con el negocio inmobiliario... Y, ...y este hombre es un viejo conocido... ...también de los aficionados al misterio... ...porque en el 95 creó el Instituto Nacional... ...para el descubrimiento de la ciencia... ...que era eh, toda una organización de científicos... ...de primer nivel para investigar anomalías... ...el fenómeno ovni, fenómenos paranormales, etcétera... ...bueno, pues este hombre modificó varias de sus instalaciones... ...de Bigelow Aerospace en Las Vegas, en su sede central... ...para estudiar los efectos físicos que causaban los OVNIs... ...en algunos militares que habían estado cerca de estos objetos... ...y finalmente los periodistas del New York Times... ...llegan a hablar con un portavoz del Departamento de Defensa... ...que reconoce la veracidad del programa de investigación OVNI... ...es decir, que no hay ninguna duda de que esto es así porque lo han reconocido los políticos implicados, no solamente Harry Reid, sino muchos otros, lo ha reconocido el, po el propio Robert Bigelow, lo han reconocido varios portavoces del Departamento de Defensa y el propio Luis Elizondo, que era el director. No, no hay absolutamente ninguna duda. Pero la pregunta ahora es, ¿por qué ahora si quieren avalar estos vídeos? ¿Qué es lo que realmente quieren transmitir a la población? ¿El, po el por qué se supone que, que ahora les parece bien difundir este tipo de información diciendo que sí? ¿Es que están presionados porque sí. iban a, a hacerse unas declaraciones que ellos querían controlar o por qué, según cuál se está investigando? La, la presión interna es enorme. Es decir, por un lado hay un grupo de altos cargos del Pentágono y de la comunidad de inteligencia que creen que este proyecto se debe abrir A, ...al ámbito científico, al ámbito civil... ...para conocer más sobre el origen del fenómeno OVNI... ...porque, como decía antes... ...la finalidad de este proyecto... ...no es saber qué es el fenómeno OVNI... ...sino saber qué tecnología utilizan... ...para replicarla en el ámbito militar... ¿no? Mm. ...pero eh, muchos de los militares... ...implicados en la investigación... ...obviamente, lógicamente... ...se han sentido fascinados por el fenómeno... ...y creen que hay que saber cuál es el origen... ...y por otro lado hay un grupo de personajes que intentan cerrarlo precisamente, lo que comentaba antes, sí. por sus creencias fundamentalistas cristianas. Y el porqué, eh, eh, si queremos saber el porqué, tenemos que irnos a unos meses atrás. 26 de mayo del año 2019, es una nueva exclusiva del New York Times, cinco pilotos de la Marina hacen una declaración pública a varios a, a, a, en el New York Times. Ellos lo que dicen es que tanto ellos como la inmensa mayoría de sus compañeros pilotos militares, no solamente han detectado ovnis en una ocasión, sino en varias ocasiones. Dice que los ovnis suelen mostrarse habitualmente en los cielos durante los entrenamientos de combate, y que no es que permanezcan unos minutos, sino que permanecen horas impunemente en el espacio aéreo, realizando toda serie de cabriolas absolutamente imposibles y descendiendo, atención a la declaración, ¿eh? decenas de miles de pies en un solo segundo, que tienen la capacidad de pararse y acelerar de manera instantánea y realizar giros perfectos de 90 grados. Y la pregunta es, ¿Por qué cinco pilotos de combate en activo, en activo de la Marina de los Estados Unidos hacen esta declaración tan fuerte? Bueno, pues la razón y creo que antes apuntaba algo es que, eh, sobre todo, a partir del año dos mil siete, comentan estos pilotos, los ovnis empezaron a acercarse cada vez más A, ...a sus aeronaves, a sus aviones de combate, ¿no? De hecho, una de las declaraciones de, de uno de estos pilotos de combate inactivo... Robert Graves, es la siguiente. Atención, fijaros lo que decía. Decía, mis compañeros y yo llevamos demasiado tiempo observando... ...y detectando objetos no identificados ahí arriba. Lo cierto es que realizamos maniobras de vuelo muy complejas... ...como descender en picados de mil pies. De modo que es un enorme problema... ...para nuestra seguridad... ...que junto a nosotros vuelen alguna clase de aeronaves no identificadas... ...esos objetos aparecen a 30.000 pies... ...a 20.000... ...e incluso sobre el mar... ...pueden acelerar en cuestión de un instante... ...disminuir repentinamente su velocidad... ...y luego desaparecer a velocidades hipersónicas... ...en principio pensaban que se trataba de drones... ¿no? ...pero estaban muy cabreados... ...decían, ¿qué institución del ejército está jugando con nuestras vidas? ¿no? ...pero ya cuando el vaso rebasó por completo fue cuando eh, dos pilotos de combate volaban en paralelo con dos f dieciocho muy próximos a las aguas del Océano Atlántico al este de Virginia Beach y de pronto un ovni pasa entre los dos cazas muy cerca de la carlinga de, un avión, de uno de los cazas de combate a menos de un metro y atención a la descripción de este ovni era un cubo perfecto rodeado de una esfera translúcida. Los pilotos bajaron blancos, ¿no? diciendo, es cuestión de tiempo que haya un muerto. Esta fue la razón, esta fue la razón por lo que los pilotos, indignados porque sus superiores no hicieran nada, se fueron al New York Times para denunciar lo que estaba pasando. ¿Y esto en qué derivó? Pues esto derivó en que el portavoz de la Oficina de Operaciones Navales de los Estados Unidos, que se llama Joseph Gradicher, Dijo lo siguiente en público al ser preguntado. Dice, es verdad, los OVNIs están ahí, queremos llegar al fondo del asunto. Necesitamos determinar quién está detrás de estos avistamientos, de dónde proceden y cuáles son sus intenciones. Tenemos que encontrar la forma de que estos sucesos no vuelvan a ocurrir y no pongan en peligro la seguridad de nuestros pilotos. Es decir, que estaba reconociendo, iba a decir implícitamente, que leches explícitamente la veracidad del fenómeno OVNI. Y no solo eso, sino que a raíz de estas denuncias de los pilotos, la Armada redacta unas nuevas directrices para pilotos y personal militar en caso de encontrarse con ovnis. Estos pilotos estos pilotos o su entorno fueron los que filtraron dos de esas filmaciones. Dos de las tres filmaciones que fueron filtradas a una institución privada y al New York Times fueron filtradas por estos pilotos precisamente para llamar la atención sobre la situación ...de riesgo que estaban corriendo... ...por la cercanía de estos OVNIs... ...esta es la razón... ...de dos de esas filtraciones... ...la otra es diferente... ...y si queréis la explicamos... explicará <ríe> ...bueno pues la... la otra... Eh, ...parte de unas declaraciones de Luis Elizondo... Este, ...este hombre que fue jefe del... ...proyecto OVNI del Pentágono... ...cuando le preguntan... ...los medios de comunicación... ...si puede contar algunas de las investigaciones... ...en las que se ha visto implicado... ...cuando dirigía este proyecto OVNI del Pentágono... ...dice... ...que realmente no puede decirlo porque ha firmado un contrato de confidencialidad... ...es decir, puede hablar de forma general, de forma genérica... ...pero no puede dar a conocer casos concretos... ...sin embargo, si se refiere a un caso... ...y a ese caso se puede referir porque no estaba rompiendo ningún tipo de contrato... ...porque ese caso ya había salido a la luz... ¿Mm? ...y es un caso que sucedió en el año 2004 en las costas de San Diego... ...y digo que ese caso... ...ya no era secreto porque lo sacó a la luz el gran olvidado de esta historia de los OVNIs y el Pentágono... ...que es un magnífico investigador OVNI estadounidense que se llama Robert Powell... ...que fue el que dio a conocer este caso en noviembre de 2017 y abrió la puerta a todas estas informaciones. Robert Powell, que fue jefe de investigación de la MUFON, que es la mayor organización de investigación OVNI del mundo... Accedió a varios testimonios militares y no solo a los testimonios militares, sino a la afirmación de uno de los cazas, uno de los F-18, que persiguió un OVNI. Pero persiguió un OVNI, fijaros en qué contexto. Nos situamos, noviembre de 2004, en una serie de maniobras militares al más alto nivel. Maniobras militares en las que participaban varios portaaviones nucleares, como el USS Nimitz y el USS Princeton. Bueno. Lo curioso o lo fascinante de este asunto es que en estas maniobras militares se estaba probando un nuevo tipo de radar. Un sistema de detección que, que es llamado algo así como radar en colmena, que es algo espectacular. Es decir, es que los radares de los portaaviones nucleares, de los cazas de combate, de varios satélites y del NORAP están trabajando en conjunto, con lo cual son capaces de localizar objetos, y los aviones o los portaaviones disparar a blancos que ni siquiera, ni siquiera ellos han detectado, sino que han detectado otros radares del sistema de defensa de los Estados Unidos. Bueno, pues esto es lo que estaban probando. Y de pronto detectan, detectan la presencia de varios objetos voladores que ascienden y descienden en un solo segundo mil pies y realizan una serie de, cab de cabriolas imposibles. Por lo tanto, varios F-18 cazas de combate parten De, de estos portaaviones nucleares eh, en persecución, en misión de detección de estos objetos voladores no identificados. Y sabemos exactamente lo que sucedió, porque uno de los pilotos implicados, el piloto que estuvo más cerca de uno de estos objetos con forma de platillo volante, a tan solo cien metros, que se llama David Frabor. Eh, habló. Es decir, en cuanto Elizondo hizo estas declaraciones, él salió a la luz pública y dijo, bueno, yo soy uno de los pilotos implicados y creo que la gente tiene derecho a saber lo que ha pasado. Bueno, este tipo que voló durante 18 años en, en la Marina, piloto de combate durante 18 años, dice que, que se encontraron a un objeto... ...que sin alas, sin ningún tipo de distintivo, era algo así, dice, como un caramelo ovalado, es decir, un platillo volante de tomo y lomo... ...dice que no tenía alas, que medía aproximadamente unos 12 metros de diámetro, tenía aspecto metálico y declaró... ...no había visto nada como eso en toda mi vida, nada que tuviera ese ritmo de vuelo y esa aceleración imposible... Ese objeto no era de este mundo. Bueno, pues en realidad estuvieron persiguiéndolo durante bastante tiempo hasta que en un momento determinado pegó un acelerón y desapareció. Y cuando volvían a aterrizar a los portaaviones, les avisan que ha vuelto a aparecer. Otra vez enfilan hacia el objeto volador no identificado y otra vez hace una maniobra imposible y desaparece a toda velocidad. Bueno, pues muy probablemente fue David Fravor quien filmó con la cámara incorporada a su casa este platillo volante, y esta fue la filmación que acabó en manos de Robert Powell, este investigador que la dio a conocer. Este es el origen de la tercera filmación. Es decir, que son tres filtraciones, pero son tres filtraciones diferentes, y a medios diferentes. Una de las cosas que has descubierto, Miguel, es que este programa de investigación OVNI relacionado con el Pentágono forma parte de otro programa que tiene un objetivo, y es buscar tecnologías de guerra. Sí, esto es esto es absolutamente alucinante, ¿no? porque eh, nos creíamos que este programa de investigación OVNI del Pentágono era algo que funcionaba por sí solo y en realidad es un subprograma de otro programa más amplio. Fijaros, amparándose en la ley de libertad de información, un científico que se llama Stephen Afterwood que es un físico y un activista político de izquierdas y además es un miembro prominente de la Federación de Científicos Americanos y dentro de esta federación dirige un proyecto que se llama Proyecto de Secretismo Gubernamental que lo que busca es el control ciudadano de las actividades del gobierno. y Además que tiene una historia tremenda este proyecto de secretismo porque nace en el año mil novecientos y cinco lo ponen en marcha científicos que participaron en el proyecto Manhattan para la creación de la bomba atómica ¿no? y que pensaron que las actividades secretas de los gobiernos eran el mayor peligro para el futuro de la humanidad. Bueno, pues este tipo que dirige ahora el proyecto de secretismo gubernamental amparándose en la ley de libertad de información consigue que la DIA, que es el Servicio de Inteligencia del Departamento de Defensa, libere un documento, un documento en el que se habla de una serie de proyectos para lograr tecnologías futuristas. ¿no? Bueno, pues en este proyecto, como digo, para lograr eh, tecnologías futuristas están investigando sobre biomateriales, nuevas formas de propulsión, antigravedad, el manejo del tejido espaciotemporal como forma de propulsión, la creación de agujeros de gusano para viajar en el tiempo, es decir, cosas muy futuristas sobre las que ni siquiera hoy en día existe la tecnología, pero sobre las que ya están trabajando teóricamente intentando crear esa tecnología. Bueno, pues uno de los subproyectos de este proyecto de tecnologías futuristas es el de investigación OVNI. Y aquí se explica, aquí se explica que la finalidad del proyecto de investigación OVNI no es hallar cuál es el origen del fenómeno ovni o que pretenden, ¿no? sino simplemente conocer su tecnología para replicarla y aplicarla a estos proyectos de tecnologías futuras. Por ¿Qué? eso, por eso entendemos, de de esta, de esta forma, entendemos y entiendo ¿Por qué la finalidad era esa y no hallar el origen del fenómeno ovni. Esto es lo que ha llevado a mucha gente dentro del Pentágono a decir, tenemos que dar un giro a este proyecto de investigación. Está bien saber cuál es su tecnología, pero obviamente también tenemos que saber cuál es la naturaleza de estos objetos y qué es lo que pretenden, qué inteligencia está detrás. Claro, pero ad además también, eh, no sé, uno lo que se plantea es, si esta gente quiere tener una tecnología ...muy potente y diferente... ...es porque a lo mejor... ...que muchas veces se han lucubrado sobre este tema... ...tienen algo... Eh, ...con aleación... ...con alguna pieza de algún resto... ...que hayan recogido... ...que les sirva de base... ...para poder investigar... ...sobre eh, qué tipo de tecnología posible... ...puedan estar utilizando... Uh -huh. ...esos OVNIs que están filmando... ¿no? ...que no partan de cero... Te claro. pongo, por ejemplo, eh, si nos vamos a las películas, cuando se queda ese resto del de Terminator, ¿no?, que a partir de ahí consiguen realizar una tecnología muy potente para las armas. Pues eh, con tantas investigaciones y tantos avistamientos que ha habido, quien no se niega que a lo mejor tengan algo que les sirva de referencia? Claro. Una de las Eh, uno de los objetivos principales dentro de, dentro de este programa de investigación ovni era obtener algún material algún resto de esas aeronaves. ¿no? Aquí eh, las informaciones son contradictorias, pero lo que sí es cierto, lo que sí es cierto es que el Pentágono firmó un contrato con una organización civil de investigación del fenómeno ovni para que analizara ciertos materiales que aparecieron. ...después de algunos avistamientos OVNI y que el Pentágono sospechaba que podían tener que ver... ...o que quizás podría ser material vinculado a estos OVNIs, ¿no? Pero, como digo, aquí hay informaciones contradictorias. Ahora, lo que sí está claro es que se firmó este contrato. Y este contrato se firmó con una institución eh, muy conocida actualmente. Esta institución se llama To The Stars Academy, ¿no? Y, y es también una historia muy fascinante. Además, a esta institución fue a donde llegó uno de los vídeos. O sea, ellos fueron los que recibieron una de las filtraciones de estos vídeos de, de OVNIS que ahora acaba de avalar el Pentágono. Y esta institución fue creada por un músico y productor musical que se llama Tom Delonge, que fue vocalista y guitarrista de un grupo de punk que a lo mejor algunos de nuestros oyentes lo conocen, que se llama Blink ciento ochenta y dos. Este tipo es multimillonario, se hizo multimillonario en la industria musical como productor y es un loco del fenómeno OVNI, o sea, le flipa el fenómeno OVNI. Entonces, con su dinero, lo que hizo fue crear una institución en la que fichó, en primer lugar, a Luis Elizondo. Es decir, este hombre, que fue el jefe del programa OVNI del Pentágono, pues es fichado, ...por esta institución, To The Stars Academy... ...pero no solamente fichan a Luis Elizondo... ...sino que también fichan a Harold Putoff, ¿no? ...que es otro viejo conocido... ...de los aficionados a estos temas... ...Harold Putov es un ingeniero... ...electrónico de la Universidad de Stanford... ...que estuvo implicado en primera línea... ...en los años 70, 80... ...y principios de los 90... ...en los proyectos secretos de la CIA... ...de visión remota... ...es decir, de la utilización de las capacidades psíquicas... ...para temas de espionaje... ...bueno, este es uno de las personas a las que... ...a las que ficha Tuve Stars Academy... ...otra persona... ...un ex oficial de inteligencia... ...de la CIA llamado Jean Semivan... ...y el fichaje estrella... ...fue Chris Mellon... ...Chris Mellon fue subsecretario adjunto de defensa... ...es decir, el número tres más o menos el número tres o el número cuatro del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y todavía sigue siendo miembro del Comité de Inteligencia del Senado, es decir, la institución dentro del Senado de los Estados Unidos que vigila las operaciones de los servicios de inteligencia. Bueno, pues es esta institución a la que le llega uno de los vídeos, yo supongo que a través de Chris Mellon o a través de Luis Elizondo, es a estas personas a quienes gente del Pentágono desfiltra uno de estos vídeos, y es esta institución también con la que el Pentágono eh, realiza un acuerdo de colaboración para que Tudestars Academy o sus científicos estudien algunos de los materiales aparentemente aparentemente vinculados con el, con el fenómeno OVNI. Así que, bueno, la respuesta es que sí, que una de las finalidades de este proyecto era hallar materiales procedentes de algún OVNI pero no está claro si ese material tiene que ver con el fenómeno OVNI o es otra cosa. Pero ese acuerdo, sin ninguna duda, existe. Y de hecho, Chris Mellon, este hombre que fue subsecretario adjunto de Defensa, y como digo, miembro del Comité de Inteligencia del Senado, este hombre ha llegado a hacer unas declaraciones públicas diciendo que todo el mundo en el Departamento de Defensa sabe que el fenómeno OVNI es real, sabe que esos objetos hacen gala de una tecnología de ciencia ficción y que están por ahí arriba, y que no sabemos qué demonios son. O sea, es decir, casi nada. Menos mal que no exista información actual sobre el fenómeno OVNI. <risa> que eso es lo que dicen algunos. ¿eh? No hay datos, no hay cosas, ¿eh? no, hay, no, no, no pasa no, no, nada nuevo. nuevo. No, pues esto sí. es eh, no solo nuevo, sino muy importante. Por cierto, has mencionado en varias ocasiones esa persona dentro del la estructura del Pentágono asociada al fenómeno Luis Elizondo uh -huh. eh, que sería la persona que lleva, que preside que dirige ese grupo de investigación OVNI, es una persona que eh, no solamente tiene nombre y apellido eh, que nos recuerda a nuestro país, eh, sino que tiene origen en nuestro sí. país eh, sí, sí. no es eh, español pero sí tiene un origen español ¿eh? Sí, tiene un origen, origen vasco hmm. Exacto, sí. exacto, por eso eh, que Que también es importante destacar eso. Él es totalmente norteamericano, pero es importante señalar, señalar eso. Y que, ojo, que nadie se equivoque, que Estados Unidos se lleva desde los años 40, desde los años 40, va a ser 80 años, investigando oficialmente de forma intermitente, pero investigando oficialmente todo lo que tiene que ver con sus diferentes nombres, con el fenómeno OVNI, que esto no es nuevo. Esto es un último capítulo de un larguísimo episodio. Sí, de, de un larguísimo episodio que es propio, de, es propio de una película. Yo creo que Hollywood no tardará en realizar una película sobre esta historia porque tiene todos los elementos. OVNIs, pilotos que casi se estrellan con objetos voladores no identificados, una guerra interna dentro del Pentágono. ...entre fundamentalistas cristianos y militares... ...que creen que este fenómeno se debe abrir... ...a las universidades y a los científicos... ...es decir, es propio de, de una película... ...y de hecho, de hecho, fijaros... ...y yo creo que este aspecto es muy interesante... ...Luis Elizondo denunció en varias ocasiones... ...lo que os decía antes... ...que ultracristianos militantes de iglesias evangélicas... ...fundamentalistas y que ocupan altos cargos... ...dentro del Pentágono y de la comunidad de inteligencia creen que el fenómeno OVNI son proyecciones de, del mismísimo Satanás. Y, y del mismo modo que durante una posesión demoníaca, el demonio lo que intenta es desestabilizar al sacerdote, al exorcista, que está intentando eh, liberar al poseído, pues ellos creen que del mismo modo el demonio ha poseído los cielos de los Estados Unidos con el fenómeno OVNI y lo que tratan es de, de desestabilizar al ejército de los Estados Unidos, claro que locura, pero esto es realmente lo que creen. Entonces, lo que hay que hacer, igual que el exorcista no debe hacer caso a los improperios que le lanza que le lanza Satanás cuando está cuando está poseyendo una persona, pues del mismo modo el ejército de los Estados Unidos no debe investigar esta cuestión. Hace cosa como de unos meses tenía la oportunidad de hablar con un pastor evangélico uno de los líderes de una de las iglesias evangélicas más importantes de los Estados Unidos, ¿no? Y mantenía un contacto con él, una conversación tele telefónica, y luego he seguido comunicando con él a través del correo electrónico y las redes sociales porque este hombre vivió un encuentro cercano con OVNIs cuando era joven, ¿no? Un encuentro cercano absolutamente espectacular, ¿no? Él me pidió que, si divulgaba su caso, eh, nunca diera a conocer su identidad porque él me comentaba que dentro de su iglesia, y eso que su iglesia es una, digamos, de, de las más liberales, pero que dentro de, de su iglesia, que como digo es muy importante en los Estados Unidos, hay militares, militares del Pentágono, que creen precisamente esto, que el fenómeno OVNI es una proyección de Satanás. Él me decía que había tenido la oportunidad de bueno, hablar sobre el fenómeno OVNI con algunos de ellos, Y estaban absolutamente convencidos de esto. ¿no? Por lo tanto, él me decía, si vas a conocer mi nombre, esto me puede traer problemas, sobre todo con con esta gente. ¿no? A él, a él, a, este pastor evangélico, le, le sorprendía enormemente esta visión tan cerrada sobre el fenómeno OVNI, pero prima mucho más de la que nos creemos. De hecho, Luis Elizondo dijo que el anterior jefe del proyecto de investigación OVNI, es decir, el que estaba en su puesto antes que él, eh, era un un prestigioso ingeniero de cohetes, ¿no? que además se tomó muy en serio su su labor, y que esta gente, es decir, estos altos cargos fundamentalistas, dijo Luis Elizondo, acabaron directamente con su carrera en el Pentágono, es decir, lo destrozaron profesionalmente. Varios investigadores dieron con el nombre de esta persona, es un doctor, es el doctor James Lakatsky, Eh, ...que no quiere hacer declaraciones... ...es decir, varios, investigaciones se pusieron, varios investigadores se pusieron en contacto con él... ...pero no quiere hacer declaraciones... ...pero quien sí ha hecho declaraciones en este sentido es Harry Reid... El, ...esta persona del que os hablaba antes... ...que fue el líder del Partido Demócrata en el Senado de los Estados Unidos... ...una de las personas más poderosas de, de los Estados Unidos... ...y este hombre dijo que efectivamente... ...los mayores enemigos del programa de investigación OVNI... ...eran cristianos fundamentalistas... ...dentro del Pentágono y de los servicios de inteligencia que se han, organizado, se han organizado para paralizar la investigación OVNI. De hecho, él dice que la conclusión del programa OVNI es que esos objetos no eran ni rusos ni chinos, ¿no? es decir, que eran otra cosa... Y que el miedo, el gran miedo dentro de ese programa de investigación ovni del Pentágono, es que toda esa información acabara filtrándose al gran público. De Pero todas por... formas, Miguel, que aparte de que pues eso, que tengan esos miedos, esos temores, y el demonio y todo eso, yo creo que si realmente hubiese una tecnología de estas puntas que consiguieran tener algo muy, muy, muy avanzado, el primero que saldría sacando pecho sería Donald Trump que con el ego que tiene, ahora no. sí, que soy yo, vamos, el máster del universo con mi ejército interplanetario, con tecnología punta que no tiene nadie, que es tecnología extraterrestre, tú imagínate, vamos, estaría como los locos sal, eh, saliendo dando eh, conferencias y, y, y dando ruedas de prensa a todo el mundo, acallando <risa> a todas las potencias que estarían envidiosas, ¿no?, Bueno, eh, eh, a, a Donald Trump está muy incómodo con este asunto. ¿eh? Todo bueno, bueno, bueno, incómodo, incómodo. Pues sí, es, es decir, no, no sabe muy bien por dónde. ¿Qué decir? Le han preguntado en Pero, un par eh, de ocasiones. Eso es habitual en él. Sí, eso, <risa> es, eso es habitual. Con las cosas que ha dicho sobre la curación del oh. coronavirus, joder, nos podemos imaginar Madre mía. cualquier cosa. Pero a él le preguntaron, además hace cosa de uno o dos días, le preguntaron sobre estas filmaciones y él dijo, bueno, Yo la verdad no acabo de creérmelo mucho, pero las filmaciones están ahí. <risa> Miguel el Pedrero, el círculo secreto. Miguel, gracias por el esfuerzo porque se nota, y todo el mundo, raro, que no te interesa nada, eh. No, no me interesa nada. <risa> ¿Qué, qué <risa> hacia... me, me he vuelto a loco estos días buscando bueno, información. Cuídate sí. en la Pedrero Cueva. De acuerdo. Gracias, <risa> Miguel. Un abrazo. Un abrazo. Chao, chao.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 ...atravesando el Ecuador... ...del programa de esta noche... ...de La Rosa de los Vientos... ...que ha empezado a las 12 de la noche... ...y va a estar hasta las 4 de la madrugada... ...almo Rosa Ventos... ...en nuestra etiqueta en Twitter... ...en unos minutos, en unos instantes... ...hablamos con la investigadora y la escritora... ...Patricia Prida... ...hablamos sobre un personaje... ...sobre una historia que tiene que ver mucho con ocultismo y con otras muchas cosas y con creencias que han sido muy importantes en la historia de la humanidad, en la historia de la cultura y también en la historia de la ciencia. Y vamos a tener también Eureka con Madu Martínez, Mundo Bizarro vamos a tener también encuentros cercanos con el filósofo español más importante con Javier Sádava que nos va a hablar de este tiempo que estamos en eh, viviendo pero insistimos, eso será ahora, también tendremos señales del fin del mundo, Callejón con José Manuel Esquivano, todo esto en lo que queda de programa, pero antes antes de ir con todos ellos hay eh, con todos estos eh, contenidos últimos eh, datos últimos y nuevos eh, datos nuevas eh, pistas sobre el personaje oculto de esta noche recordamos que tenemos un médico español que ha pasado a la historia por su especialidad que era un gran defensor de la vida sana en contacto con la naturaleza... y tras una enfermedad grave decidió volcarse por entero en la medicina y la ciencia. Y aquí va la tercera pista, porque ya después ya resolvemos. ¿De quién estoy hablando? Si se casó por amor en contra de la opinión de sus padres. Y además fue todo un acierto por su parte. Las opciones que os damos son... Ignacio Barraquer, que revolucionó la cirugía de cataratas en pleno siglo XX. Francisco Javier de Balmis, que difundió la vacuna de la viruela a nuestras fronteras en el siglo XIX. O Santiago Ramón y Cajal, pionero en multitud de asuntos de medicina y ciencia y padre de la neurociencia. Ya sabéis que tenéis que participar y escribir para vosotros quién puede ser. En rosa.vientos.es, escribís a nuestro correo o si lo hacéis en Twitter, almohadilla rosa Vientos. Mucha suerte elegir a vuestra elección y nada, y a ver, a ver si dais con ello y ganáis. y casi 24 minutos continuamos. La rosa de los vientos en onda cero. A diferencia de lo que se cree, el ocultismo tiene mucho que ver con la historia de la ciencia. No es que vayan en paralelo, sino que hay personajes, hoy vamos a hablar de uno de ellos, que tiene pasión por un tema y que ha sido muy importante en el otro. Y sobre este asunto vamos a hablar con la conocedora, con la investigadora, con la escritora, con Patricia Prida. Muy buenas Patricia, ¿qué tal? Muy buenas noches, pues encantada de charlar con vosotros. ¿Qué tal estáis? Hola Patricia, yo te quiero agradecer que estás aquí, que eres un, una murciélaga y, <risa> y cuando te dimos la, la opción dijiste, sí, sí, sí, vamos, yo aquí estoy despierta. <risa> ¡Qué fenomenal! Por supuesto, y además con esta banda sonora que me ponéis de fondo, pues ¿qué más se puede pedir? <risa> estoy súper cómoda en mi cripta. <risa> sí, bueno, eh, eh, ha salido de la cueva también, ¿no? o de Un la poquito. cripta Un poquito, pero lo justo, ¿eh? porque ah, ya sí. sabes, después de este confinamiento, salir de sopetón a recibir tanta radiación solar, sí. hay que tomárselo eh, con... Eh, en un instante dosis. vamos a hablar de eso, del miedo a salir de, de la cueva, ¿no? Eh, que es eh, muy conocido, eh, que es un tema muy investigado, que tiene mucho tiempo eh, la ciencia investigando este asunto. Por cierto, hablando de la ciencia, es que vamos a hablar de un personaje que tiene mucho que ver en la historia del ocultismo y en la historia de la ciencia. O de la astronáutica más en concreto. Pues sí, pues sí, vamos a hablar de un auténtico doctor maravilla y además podemos decirlo así con todo el peso porque aunque él es conocido con un nombre tal como es Jack Parsons, su nombre de pila era Marvel, maravilla. Entonces yo creo que eso ya fue como un, un signo, ¿no? Para definir un poco a este personaje, a Jack Parsons, Él luego se cambió a ese nombre, decidió llamarse así pero desde luego que que define muy bien el nombre que le pusieron cuando le inscribieron en el registro porque ya parecía eso, un, un símbolo de lo que iba a venir a, a continuación, ¿no? un hombre que, que bueno ya desde muy joven eh pues centró su atención tanto en la ciencia explosiva <ríe> y como en el ocultismo y, y, y el, todo el mundo esotérico. Vamos a comentarle primero para que un poco se sepa quién es en el tema científico, uh -huh. porque él fue un experto, un ingeniero astronáutico muy importante. Eh, gran parte del desarrollo de la astronáutica entonces eh, tuvo que ver con él. Así es, así es. Era un hombre que era más de experimentar, ...que que digamos seguir la teoría... ...de ahí que bueno... ...también le, le tildaron en muchas ocasiones de temerario... ...él manejaba explosivos... ...era un gran investigador... De, ...de todo lo que tiene que ver con el combustible de cohetes... ...tanto sólido como líquido... ...y bueno pues en, en los años 30... Eh, ...formó un grupo en el Instituto Tecnológico de California... ...el Caltech... ...y a partir de ahí fueron desarrollando... ...una serie de experimentos... ...que bueno... ...fueron realmente grandes aportaciones a a, este, a esta área científica eh, lo que ocurre es que incluso dentro de esas investigaciones la personalidad arrolladora de Jack Parsons se imponía y, y bueno, formó aquel grupo tan excepcional que realizó grandes avances pero a los que al mismo tiempo denominaron eh, sus propios compañeros de Caltech como el escuadrón suicida, y si queréis os cuento por qué. A ver por, ¿por qué? qué Patricia Bueno, pues resulta que Un día haciendo una serie de experimentos, metieron tanta caña a sus fórmulas explosivas que el edificio en el que estaban se vio dañado. Entonces decidieron cederles un terreno, y el denominado Arroyo Seco, esto se está desarrollando en California, muy cerca de un lugar que mira tú qué casualidad, se llamaba Puerta del Diablo, para que ellos en el exterior pudieran realizar esos ensayos. Las fórmulas eran cada vez más potentes, eh, las mezclas eh, pues más peligrosas y de ahí pues ese, ese adjetivo que se les colocó a este grupo, el Escuadrón Suicida, y con la peculiaridad de que los compañeros de Jack Parsons pues toleraban sus excentricidades ocultistas, ya que él normalmente realizaba rituales y consagraba los experimentos al dios Pan así que bueno pues un excéntrico en el mundo de la ciencia pero además que él empezó muy jovencito a tontear con las dos cosas por un lado con sus uh -huh. experimentos eh, científicos entre comillas ¿no? con esos explosivos esas explosiones que además tenía un amiguete que le seguía todos los pasos pero también su tonteo con ese diablo que tú decías así es ya desde niño eh, preadolescente Eh, realizaba pues ciertos experimentos con lo que tenía a su disposición en el ámbito casero con su compañero Ed Foreman que precisamente le acompañó a él en todo ese periplo científico que vendría posterior, más profesional y bueno, serían amigos hasta el fin de, de Jack Parsons hasta su muerte y luego también pues gustaba el, el adolescente Parsons pues de leer revistas de ciencia ficción le encantaba Julio Verne y lo oculto, ya hacía pues pequeños rituales y, y, y realizaba sus propias invocaciones a Satán. Era un niño, fue un niño que creció bastante aislado de otros chavales, de otros chicos de su edad, a excepción de este compañero, y bueno, pues desarrolló su propio mundo. Un propio mundo que tiene mucho que ver también con un personaje importantísimo en la historia del ocultismo, en la historia de eh... El sendero izquierdo, puede decirse, ¿no? Eh, <risa> Aleister Cronley. Pues así es. Digamos que Jack Parsons eh, llevó todas estas, más que aficiones, porque para él llegó a convertirse en un modo de vida, las llevó más, eh, a algo más extenso, algo más importante, experimentó, y en la época en que estaba casado con su primera mujer, Helen, pues se acercaron a la sociedad teosófica de Madame Blavatsky, que había una sede en California en Pasadena donde ellos vivían. Eh, se acercaron de alguna manera, pero como que no terminó de, de convencerles la filosofía de esta sociedad, y ahí es donde entra el personaje de la gran bestia, de Alistair Crowley. Digamos que Parsons se dejó seducir, fue envuelto por por el hálito <ríe> eh, demoníaco de Alistair Crowley. Y bueno, pues con mayor frecuencia, tanto Parsons como su mujer fueron involucrándose más en pues en, en la logia que había en Pasadena y tanto se involucraron que llegó el momento en que la casa en la que vivía Parsons se convirtió en la sede de de esta sociedad y y se carteaba con Alistair Crowley desgraciadamente nunca pudieron encontrarse en persona, pero sin embargo Crowley tenía una un un gran concepto a Parsons. Y, y bueno, le tenía como un pupilo con gran potencial. Y a partir de ahí, bueno, pues la relación fue estrechándose, sobre todo, como os comento, a nivel epistolar, pero realizando las funciones de, de la Otto, que era la Ordo Templi Orientis, de la cual Crowley, pues era la cabeza visible, Y las actividades de esta sociedad secreta bueno pues se llevaban a cabo en la mansión Fleming. Cuenta cuenta si... cuenta que era lo que hacían en esa mansión bueno, Fleming, a, porque, a... porque él era un, un pupilo total de Alistair. Vamos, había convertido en su discípulo, discípulo aventajado, ¿no? Totalmente entregado. De hecho, el carisma de Parsons le llevó a, a, a superar al presidente de la sede local, de la OTO, ...con lo cual Aleister Crowley destituyó a ese presidente... ...y colocó a Parsons... ...es decir, ya estaba en el en el top... ¿no? ...y, y bueno, pues ahí en aquella casa... Eh, ...se invitaba a artistas... ...se invitaba a excéntricos, a ocultistas... ...de hecho, él puso un anuncio en el periódico... ...en donde decía que alquilaba habitaciones... ...porque la casa era muy grande... ...y sobre todo, por favor, que respondiesen al, al anuncio pues eso, ateos, anarquistas, artistas, excéntricos, y allí se celebraban una serie de reuniones en donde se hablaba de arte, que o sea, se hablaba de, pedía de política, que respondieran al su anuncio, ¿quién no pediría ahora? ¿no? Exactamente. O sea, porque la gente no querría eso, ¿eh? <risa> pues imaginaos lo que se organizaba allí, no solo esos debates, se hacían fiestas y, por supuesto, se ponía en... En práctica, ritos de, de magia, de magia sexual, eh, los eh, preceptos de la Oto, y claro, con el consabido escándalo de los vecinos que no daban crédito. Hay que situar todas estas acciones en los años cuarenta, en la California de los años cuarenta, Entonces había cierto desmadre, podemos decir, ¿no? Pero Crowley desde Inglaterra estaba muy bien informado. Se le enviaban informes puntualmente de cómo funcionaba la sede de la Oto en Pasadena, Y bueno, pues eh, cada vez mmm, tenía más más centrado a Parsons como un pupilo que podía ser el encargado de recoger su testigo en la costa oeste de los Estados Unidos. Además eh, Crowley veía que el carisma de Parsons llevaba a todos los socios de la OTO, a todos los que estaban involucrados, pues a aportar sus cuotas, su, su dinero y eso a, a Leister Crowley le venía muy bien porque tenía que mantenerse Bueno, pues a la hora de publicar sus libros, de, de, de temas de, de edición de todas sus obras, de divulgación. Así que la gran bestia estaba encantadísimo con, con Parso. ¿Y, ¿Y no le causó en su parte científica problemas ese tipo de creencias tan, entre comillas, anticientíficas? Pues sí, sí, al final sí que le pasó factura. De hecho hay un misterio alrededor de la muerte de Parsons. Sobre eh, eso te iba a preguntar, porque pone causa de la muerte, explosión en su laboratorio eh, <risa> mientras realizaba sí. un experimento mágico. ¿Qué es eso? ¿Qué hacía? Sí. Bueno, a ver, hay que decir eh, que Parsons eh, acumulaba ...gran cantidad de explosivos... ...y materiales peligrosos... ...en el sótano de su casa... ...o sea, era un súper temerario... Eh, ...sus compañeros de trabajo... ...incluso llegaron a preocuparse... ...porque manejaba las, las sustancias... ...con cierta alegría... ...podemos decir, ¿no?... ...y entonces... ...bueno, pues en el año 52... ...en junio, que es cuando él muere... ...se supone que estaba realizando... ...algún tipo de... ...quién sabe si ritual... ...experimento... ...la cuestión es que el sótano de su casa... ...voló por los aires... Eh, había algunos amigos en la planta de arriba, pero no resultaron heridos, y él sobrevivió, él sobrevivió esa explosión, pero unos minutos, falleció en el hospital, eh, y bueno, pues a partir de ahí, pues ha habido muchos, eh, se han desatado muchas hipótesis, interrogantes, de si fue un suicidio, fue un accidente, o fue asesinado, precisamente por lo que tú comentabas, Bruno, esas actividades que él había llevado a cabo, ¿Podían tener algo que ver para que se le investigase y se le considerase un personaje nocivo? Pues los interrogantes ahí están. Y una de las personas que dudaba y decía que a ver si ese realmente le habían asesinado a su marido fue esa mujer tan importante, ¿no? Esa alma gemela que le hizo un ritual para encontrarla y que se convirtió, en un principio ella no era como muy de, de, esta, de esta ideología esotérica y luego al final se desembocó, desembocó en ello. Cuéntanos quién era Marjorie Cameron. Bueno, Marjorie Cameron era su mujer escarlata, eh, un personaje también fascinante, una, una mujer con una vida también que daría para, para hacer una película. <risa> eh, era una, una mujer muy especial, sobre todo para la época, una mujer que estuvo en el ejército, pero desertó para ir a cuidar a su hermano que estaba enfermo en el hospital, la licenciaron sin honores y ella se hacía llamar Cameron, no le gustaba que la llamase Marjorie. Y una, una mujer de una gran fuerza, eh, cautivadora, atractiva. Pero sí que es verdad que ella tenía su vertiente un poco mística, un poco sensitiva, era artista, era pintora, era escritora, pero mmm, las enseñanzas de la gran bestia de Crowley, como que de entrada a ella, eh, no, no no le gustaron demasiado, sencillamente no le atraían en exceso, aunque Parsons insistía en que en que ella aprendiese. Eh, Parsons realizó un, un ritual en el desierto con su amigo, por aquel entonces, eh, Ron Hubbard, no sé si os suena, el fundador de la Iglesia de la Cienciología, eh en donde invocaba a su moonchild, un elemental, un ente elemental, eh buscaba a la mujer que lo encarnara porque iba a ser como una especie de nuevo mesías, el que iba a, iba a traer un nuevo un nuevo mundo, un nuevo amanecer según las las enseñanzas de Aleister Crowley. Él junto a Hubard realizó ese ritual Aparte, bueno, experimentaron con peyote, tuvieron alucinaciones, dijeron que habían visto ovnis. En fin, la cuestión es que parece ser que tuvo esa revelación, que se habían comunicado ellos dos con ciertos entes eh, pues, y que habían sido comunicados a través de un mensaje esotérico con un, con un lenguaje transmitido por el arcángel Uriel a los ocultistas Edward Kelly y John Dee los magos de, de Isabel I o sea, de Inglaterra, primera, sí. y, y que bueno, que a partir de ahí mmm, había encontrado a su elemental, sabía dónde encontrarla, se había manifestado y, y conectaron. Efectivamente, conoció a esa mujer de pelo rojo, encendido y ojos verdes, y ya ahí, mmm, bueno, pues Parsons pasó ya a, a otro nivel, estaba feliz, había encontrado a su mujer escarlata. Y le han puesto nombre a un cráter de la luna, el nombre suyo. Pero algo es. Sí, sí, como no podía ser de otra manera, en el lado oculto de la Luna. En el 72 eh, pues decidieron pues concederle este honor debido pues a su gran aportación al mundo de la ciencia y fue la Unión Astronómica Internacional quien decidió pues denominar a uno de esos cráteres, cráteres lunares el cráter Parsons y como como digo, pues en el lado oculto del satélite. Y Camero se obsesionó cuando murió su marido intentando contactar con él. Ahí fue mm -hmm. cuando realmente se metió de lleno en todo ese mundo profundo de esoterismo, ¿no? Sí, digamos que fue un punto de inflexión la muerte de su, de su alma gemela. Porque, la verdad, leyendo biografías tanto de una como de otra, eh, ambas coinciden, ¿no? Que cuando ellos se encontraron, algo explotó, alguna estrella... <risa> Iluminó el firmamento para que estos dos seres se, se encontrasen y estaban hechos el uno para el otro. Entonces, a partir de ahí, ella sí que inició un nuevo proceso, una nueva búsqueda para contactar con, con su marido porque entendía que, claro, la vida había terminado demasiado pronto y tenían que estar juntos a pesar de la muerte. Patricia Prida, mil gracias por acompañarnos, por enseñarnos lo que se conoce, sobre la vida de este personaje tan fascinante tan tetraédico es un personaje con muchísimos eh, prismas, un personaje del que no imaginábamos esa cara a, si la imaginamos eh, pero lo que no imaginamos es que tuviera esa cara B, que no es una cara oculta, es otra cara Patricia, <risa> mil gracias Muchísimas gracias a vosotros, os mando un abrazo enorme Un abrazo, cuídate La rosa de los vientos en Onda Cero. Este lunes, Carlos Alsina entrevista a Pablo Casado. En el inicio de la desescalada, el líder del Partido Popular y jefe de la oposición en más de uno. A la espera de su apoyo a una nueva prórroga del estado de alarma y con el horizonte de negociar un gran pacto nacional frente a los efectos sanitarios y económicos del COVID-19. Este lunes, a las 9 de la mañana... Pablo Casado con Carlos Alsina en más de uno. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Eureka. Hoy ha cambiado el mundo cambiado nuestro país, se puede salir, pero hay gente que no se ha atrevido como los animales, pues eh, les abren la puerta y se esconden un poquito. Eh, ha pasado eso, eso tiene un nombre, eso la ciencia lo conoce y sobre ese miedo a salir, ese síndrome de la cabaña vamos a hablar esta noche en Eureka con Mado Martínez. ¿Eh, Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, el síndrome de la cabaña. Eh, fíjate, y, pero yo creo que sin embargo, hombre, es triste que el salir... Eh, creamos eh, que es libertad, pero eh, es que, eh, fíjate, yo he salido solo, solo, pues eh, sales, ves el sol, paseas, joder, me he perfumado y todo, eh. ¿Cómo te qué horror, y, y, y o sea y parece que, que me iba de fiesta, que va, iba a estirar las piernas un poco. <ríe> A ver el sol, porque aquí por la, a la radio vengo por la noche, con lo cual quería ver el sol. que Pues eso nos ha pasado un poquito a todos y yo creo que lo bueno es que le damos importancia a algo muy pequeño, ¿no? Que se salió, es que algo muy semanas... pequeño en, en este momento no lo es, evidentemente. Es muy grande lo que hemos hecho hoy. Claro. Yo, yo hace, unas, hace unas semanas estaba así hablando con, con mis primas de Colombia, entonces estábamos en pleno punto álgido de la cuarentena de estos que dices, ¡Uf, qué duro y fíjate que estaba yo ya en un plan ahí como pensando ay primas, tengo muchas ganas de que esto pase a salir, pero por otro lado pienso, ¿por qué? ¿para qué? ¿a dónde ir? a sí, sí, estaba sí. ya en pleno en pleno bajón existencial y, y fíjate que para rastrear el origen de lo que vamos a, a hablar esta noche La fiebre en la cabaña, Cabin Fieber que por cierto es el título de una película que no tiene nada que ver Tenemos que retrotraernos a principios del siglo XIX. En Estados Unidos empezó a pulular el, el término este de cabin fever o fiebre de la cabaña para referirse un poco a una especie así como de locura de las praderas o, o fiebre de la montaña que resulta que afectaba a los colonos, la gente se había dado cuenta, a los colonos de América del Norte cuando pasaban largos inviernos ahí aislados en sus cabañas, perezas del aburrimiento, ¿no? la soledad, el aislamiento. Y algunas de estas personas pasaban mucho tiempo además en, en, en terrenos muy inhóspitos, mal comunicados, soportando nevadas extremas, sin vecinos además en los alrededores, tal y como sucede todavía en muchos pueblos de alta montaña. En España, por ejemplo, ¿no? también, sí, sí, sí. también la padecían los que cruzaban las aguas no, en barco eh, de camino al Nuevo mundo, no, encerrados ahí, eh, confinados, hacinados en las bodegas de los barcos y, Y bueno, ¿qué es el síndrome de la cabaña? Pues es el resultado de estar tanto tiempo encerrado. Que Esto nos que acostumbramos a la soledad. En, eh, lo que al principio era soledad un poco forzada, se convierte en soledad en deseada. Eh, y, y hemos equivocado términos ahí, ¿no? Fíjate, lo acabas de decir tú, que nos hemos acostumbrado a la soledad. Es mucho peor que eso. Es que el ser humano se acostumbra incluso a las cosas que no le hacen feliz. Mm. Y eso es muy malo, ¿vale? Eh bueno, la cuestión es que hay algunos estudios, se hicieron, por ejemplo, en los años 90 en los años 80 perdón, en una población rural de Minnesota, y, y, y, y hay varios estudios, ¿no? Y, y, se conocen muy bien. Los síntomas son muy variados, ¿no? de este síndrome de la cabaña. Es aburrimiento, desasosiego, irritabilidad, abatimiento también, una especie de insatisfacción con el hogar, desgana, agulia, sensación de sentirte atrapado, y mucho no duermes bien, tienes un poco de suspicacia, desconfianza, desmotivación y un intenso retalgo, y algunos caen, pues eso, en la depresión, en la ansiedad, malos hábitos, malas conductas, te vas, te vas volviendo un poquito un cada día, la verdad. Mm. Y, y lo peor de todo es que tienes miedo a salir del mundo Como si te diera un poquito de claustrofobia, ¿sabes qué pasa? Eso, eso es lo que hemos dicho antes, que el ser humano se acostumbra a todo, hasta lo que no te hace feliz. Y cuando se acostumbra a estar aislado y encerrado, la idea de volver a salir y relacionarte con la gente te puede parecer un poco así como abrumadora, provocarte rechazo, es lo que pasa por ejemplo al 70% de los presos. De España, que Eso es lo que estaba idea. pensando. Eso eh, nos ha pasado y nos puede pasar ahora porque hemos estado y estamos todos confinados, pero ¿qué ocurre con los que viven en una situación de falta de libertades? Y he estado pensando en los presos. Los presos eh, quieren salir, ¿no?, pero también tienen sus problemas. Claro, yo yo me imagino que estabas pensando en eso y que ibas un paso por delante, porque realmente, ¿quién está encerrado en contra de su voluntad, además? No es los presos, ¿no? Y el 70% de los presos de España, pues resulta que les aterra la idea de, de, de, de volver a la libertad, les asusta salir de la cárcel, tienen miedo a sentirse más solos ahí fuera, ¿no? Porque como confesaba además un preso en un medio de comunicación, la soledad es más grande que el patio de la cárcel. Exacto. Y muchos, ¿sí? ¿sí? Sí, es esto es muy duro oírlo, ¿eh? Y muchos, una vez puestos en libertad... pues el patio de la cárcel como que se domina. Eh, ¿Sabes dónde empieza, dónde acaba? ¿Sabes mm. lo que pasa? Tienes controlado... El mundo es muy pequeño, el mundo es eh, terriblemente pequeño, pero lo tienes controlado. Cuando el mundo es grande, el mundo se te puede venir en contra y tienes miedo un poquito de ese mundo, de que se te venga en contra. Claro, es territorio seguro, lo has dicho tú. El patio de la cárcel es, eh, la, eh, es una jaula, pero es tu jaula segura. Mm. Y cuanto más larga es la condena, pues más posibilidades tienen de sufrir esta fobia de libertad. Los claro. psicópatas que se encuentran en la prisión no les pasa por su falta de empatía, emociones y tal, pero al resto sí les suele pasar. Somos sí. humanos, sentimos, tenemos incertidumbre. El síndrome de la cabaña también afecta a las personas, además, que viven en zonas o barrios peligrosos por la guerra o por altos índices de criminalidad y no salen de casa por razones de inseguridad. Vamos a sufrir nosotros el síndrome de la cabaña tal tras el confinamiento. ¿Tú esto lo has pensado? ¿Has tenido miedo a salir los días previos a, a la salida, antes de que se anunciaran la desescalada y todo eso? ¿Sentías cierto... no sé? No. ¿Cómo te has sentido? Yo personalmente me digo no, ninguno. Eh, lo que... Eh es más eh, un deseo tremendo pero sí que he visto eh, por ejemplo yo estaba viendo me he quedado con las entrevistas que les hicieron a los niños la semana pasada ellos empezaron el desconfinamiento un poquito antes y unos eh, decían no no yo no salgo y le preguntaba el periodista ¿por qué no sales? yo no salgo porque hay un virus fuera, quizá el miedo sí. ha sido tan grande, ha sido Uy, tan mira. grande, tan exagerado, hay un virus eh, fuera, pero no está en la calle, no está en el aire, pero sin embargo nos han hecho creer que el enemigo está fuera Y eso sí puede dar miedo a algunos, creo. Yeah. Eh, ojo, Yo, la verdad es que, que no estoy, los, claro. los niños se han portado estupendamente, ¿eh? estupendamente, estupendamente nos han dado una elección a todos. A todos, a todos sí, absolutamente que a todos. Hoy somos un poquito mejores gracias a ellos, eh, porque los que se portaron mal el primer día no fueron los niños, ¿eh? fueron los papás. ¿eh? Hmm. Sí, yo la verdad que mm, entré en esto como ya, eh, ya, yo ya venía un poco así como de una época eh, uraña, ¿no? Y como que me fui poniendo más uraña o sea, con, sí. esto del, con esto del desconfinamiento, en plan, oh, no, no ya me ¿sabes? O sea, sí. me uh, uno, uno se pierde un poquito, ¿no? Y se deja un poquito, sí. dices, ah, pues ahí no me afeito, jodich, antes me afeitaba todos los días. Yo también, he visto por, sí, sí. Sí. Yo también he visto a la gente así como pasar por fases, ¿no? Sí. Porque en los primeros días de encierro estábamos como todos así, como todo el mundo estaba como súper conectado, preguntando todo el rato los unos por los otros, pero poco a poco la, la cosa sí, fue sí, como... Sí. Y, y los días, eh, veíamos los vídeos que nos mandamos por sí. WhatsApp, nos reíamos mucho, y los últimos días ya estamos hartos de que nos manden sí, cosas pero también WhatsApp nos hemos ido encerrando sí, en nosotros claro. mismos con el paso de los días, y es como que te has ido acostumbrando, es como, Buah, No puedo salir por nada, pomada, sí. tío esto es lo que hay y, tal. y dejas de desear lo que no puedes hacer y, y el encierro deja huellas yo al principio traté de tomármelo como si estuviera no sé un retiro espiritual en un monje y de estirio, yo que no sé por ahí de, de, de, de, de, de retiro espiritual pero lo cierto es que el encierro y la privación del derecho a la libre circulación que es uno de los derechos fundamentales del ser humano deja huella y como me decía hace poco una amiga una amiga mía que es psiquiatra a la que tengo muchísimo aprecio ella me decía es que ni los zapatos hechos a medida Entran si sí, esa por obligación. Uh -huh. Por fuerza no entran ni los zapatos a medida. Entonces, el confinamiento es impuesto, eh, tiene efectos en nosotros, y por supuesto de Hawellas. El otro día en la tertulia, además, comentamos que había un estudio que, que, que dejaba claro que, que el cerebro, que para el cerebro estar aislado, es hambre social, es lo mismo que pasar hambre de verdad. ¿Sabes? O sí. sea, ese es el efecto que, que tiene en nosotros. Imagínate los que vivimos solos, ¿no? Y gracias. Que hoy en día pues tenemos teléfonos, internet, un montón de opciones culturales y de entretenimiento que antes no tenían nada de eso. Imagínate a los antiguos colonos, a nuestros antepasados de la España rural y antemontaña, todas estas cosas, ¿no? Imagínate a los presos en régimen de aislamiento, lo acabamos de decir, que ni siquiera tienen contacto con otros presos. Estamos hablando de una sanción penitenciaria, un tratamiento penal o una forma de tortura. Esto es un buen tema de reflexión ética, social y jurídica. Pero bueno, la cuestión es que ahora mismo muchas personas, tras varias semanas de aislamiento, ya empiezan a sentir Algunas, eh, cierta incertidumbre e inseguridad entre la idea de volver a salir. Bueno, y cómo a se puede, calle? y cómo se puede vencer eso, eso que tiene un nombre, el síndrome de Rapunzel, eh, tiene un nombre, <risa> pero tiene un tratamiento, tiene unas causas y tiene una forma de enfrentarnos a él, ¿no? sí, nos abren la, la jola y tenemos miedo a, a volar. Esto es como que, eh, ¿y si, ¿y si me contagio? Mm, claro. ¿Sabes? O sea, ¿Y si vuelvo a abrir eh, mi negocio, las puertas de un negocio, a retomar la rutina? Todo, ¿Sabes que Como que no te apetece hacerlo. Ni ir al padre, ni volver a trabajar, ni que como que estás un poco así como que, ¿para qué? O sea, ¿no? Eh, estamos un poco así como con miedo. Es normal, es normal. ¿Qué va a pasar, no? Eh, ¿Qué va a pasar? Sentimos cierta desconfianza a la hora de mezclarnos con los demás también, yo. Es como que, uy, este que se me ha acercado demasiado, uy, este que no lleva mascarilla, me he dado cuenta de que hay personas, que esto lo he notado y ha sido muy bestia, que no solo mantienen las debidas distancias de seguridad que de, todos debemos guardarlas, sino que además evitan mirarte. Sí. Como, no sé, aunque estés a tres metros de distancia, como si por el mero hecho de hacer contacto visual te fueran a, a, contagiar, a contagiar algo. Y, y bueno, yo creo que tenemos que cambiar un poco el chip, que recuperar la confianza, la esperanza, que no es lo mismo que pecar de confiados, ¿vale? Y, y repito, nos hemos acostumbrado a una situación que no nos hace feliz, pero como nos hemos acostumbrado a ella, la percibimos como territorio seguro, la zona de confort, ¿no? ese encierro. Y, y el cambio, es decir, la libertad, nos asusta, que es muy fuerte decirlo. Nuestro peor enemigo se llama letargo. Muchos yo creo que han visto pasar eh, los días de la semana del sofá a la nevera, de la nevera a la cama, si estás largas, eso de levantarse tarde, pasarte un día en pijama, y de repente te das cuenta que desde que estás en casa, pues todos los caminos conducen a la nevera, sí, sí señor, sí, ¿no? Sí. Y es como sí. que, claro, y, y te hinchas a comer, porque antropológicamente y biológicamente estamos hechos para ello, como si no hubiera mañana. Sí, sí, y, sí. Y, vamos, ah, y acumular, acumular afuera, en la despensa, pero también dentro, ¿eh? Hay gente que los sí, primeros sí. días preguntaba cómo se hacía la tortilla y al día siguiente ya había aprendido a clarificar la materia, una cosa como sí. que se había cometido, no sé, sí. y bueno, al principio estábamos como muy tal, pero luego ya nos empezamos a estar un poco hasta la verga, como dicen en Colombia, sí. y ya solo querías beber cerveza, comer sí, patatas fritas. exacto. Estabas tan aburrido ya de jugar a la PlayStation que, que ya decías, bueno, me voy a echar a dormir otro poco. <ríe> <ríe> sí, sí, sí, sí, sí. ¿Qué podemos hacer? Tú le has dicho, bueno, pues como hemos dicho, si nuestro peor enemigo es letargo, pues como te podrás imaginar, nuestro mejor amigo es actividad. Ella es nuestra mejor amiga, y cuanto más tiempo pase, más tiempo pasemos en la cama, peor. Y cuanto más ocupados nos mantengamos, limpiando cristales, prendiendo lavadoras, reordenando, haciendo bricolaje, estudiando, teletrabajando, yo que sé, comprometido con labores, mejor hacerse un horario semanal ¿no? y diario, que es lo que han estado haciendo los niños, muy juiciosos, con su diario, sus actividades escolares, su calendario, diseñar una rutina. Y de levantarnos temprano, de tal hora a tal hora hacemos esto, estudiamos, lo que sea, y tener refuerzos positivos, cuidados positivos a nosotros mismos, pues en vez de una cerveza, tomarnos un zumito o disfrutar de un telado, ahora que estamos con un buen tiempo, un café helado, o lo que sea, ¿no? Y, y, y además es muy estimulante tomarse un té, un café que además te ayuda a concentrarte, te da energía. Y, y el deporte en casa también nos ha ayudado mucho, creo yo, hasta con una pequeña estrella de esas de yoga, pilates, core y lo que sea, ¿no? Y ahora que podemos salir a correr y dar paseos debemos aprovechar la situación, creo yo, guardando las medidas de subida que todavía debemos guardar. No sabemos lo que va a pasar ni qué escenario social y económico nos vamos a encontrar en las próximas semanas o meses porque esto es nuevo para todos, pero yo creo que no nos tenemos que poner catastróficos ni en plan anticipadores de desgracias. Ya iremos actuando conforme los desafíos nos toquen a la puerta Podemos coger la valentía, que es muy generosa, que es como el miedo, ¿no? Miedo sí. puedes coger el que quieras, pues valentía también, también es gratis. Y podemos llevarla por escudo. Y a mí me gusta pensar en todas las cosas. Y es que hoy además he salido como Forrest Gump de mi casa. <risa> <risa> Pero con una gana ya tenía tiempo, en plan, sí, ¡corre, sí, sí. Forrest, corre! Y me ha dado un subidón impresionante. Me gusta pensar en todas las cosas que quiero y voy a hacer cuando todo esto pase, si los años lo permiten. Y me gustaría saber qué vas a hacer tú. Que, vas a hacer lo, que van a hacer los oyentes, que nos lo cuenten con Twitter, pero yo me gustaría saber tú qué vas a hacer, qué es lo primero que vas a hacer y a quién va a ser la primera persona la que, con la que vas a quedar, porque yo creo que solos con nosotros mismos ya hemos estado bastantico. ¿eh? Sí, pero eh, hemos estado con nosotros eh, mismos, eh, pero eh, forzadamente, creo yo. Yo creo que forzadamente. A mí lo eh, claro. que me apetece mucho, muchísimo es eh, salir y tomarme un café, fíjate. Eso es lo que más me apetece ahora. Eh, no con alguien, sino con, conmigo pero al sol, eh, tomarme un café, eh, lo que es la libertad que se ha perdido, ¿no? eh, ir a un sitio y que mantiendan, eh, ese tipo de, de cosas. ¿no? No sé, yo creo que lo que queremos es una normalidad no obligada lo que queremos todos, lo que quiero también, ¿no? Y, uh -huh. y quiero juntarme y con mis amigos, es a los que quiero ver, es con quien quiero eh, a, a quienes eh, quiero pues, eh, estar con ellos, eh, conversar, eh, pero de una forma distendida. Yo creo que echamos en de menos eh, lo más sencillo de lo que teníamos antes. Bueno, pues de todas maneras, que nadie se acostumbre a lo que no le hace feliz nunca. Claro. claro, yo creo que esto nos sirve, entre otras cosas, para saber qué es lo que nos hacía feliz. ¿no? Eh, sí. Una vez vencido, lo importante es vencer ese síndrome, el de Rampuzzel, eh, vencer el síndrome del de letargo. Hay que vencer el letargo y volver a salir que... él Esa vida no se convierta en una zona de confort porque entonces nos estamos eh, perdiendo totalmente lo que podemos hacer. Eh, yo creo que los seres humanos eh, se extienden y el confinamiento nos lleva a lo contrario, que puede ser bueno en un momento determinado, pero ese bueno se puede convertir en una rutina y contra esa rutina es contra la que hay que luchar. Claro, el retiro cuando es voluntario Incluso puede tener llegar, llegar efectos positivos Es decir, cuando tú necesitas retirarte Retrotraerte, pasar tiempo contigo mismo a solas Eso es muy comprensible Y a veces lo necesitamos y puede tener efectos muy positivos Pero cuando Cuando es impuesto La cosa cambia Entonces, sí, claro. eh, pues eh, sí Lo que pasa es que te acabas acostumbrando a eso Y luego pues como que te da un poco de, de eso De yuyu, salir fuera Y volver a retomar la vida salir a la calle Y estás un poco letárgico, desmotivado, con agulia y más uraño, si es la palabra, de, de lo normal. Es un poquito de claustrofobia, un poquito de fobia social también. Así que intentemos superarlo, intentemos y, eh, salir. Claro, intentemos <risa> vencer al letargo de ese síndrome, el síndrome de Rampuzzi. Lleva 200 años siendo estudiado por la ciencia, ahora sabremos hay mucho más, es el miedo atápico que tenemos los animales a salir de lo que se ha convertido en nuestra cabaña, en nuestra cabaña es en nuestra cueva es en nuestro mundo, pero no olvidemos es una cueva en la que vemos sombras no vemos la realidad sino la realidad a la que nos hemos acostumbrado Mado Martínez, nos hablamos la semana que viene, ¿te parece? me parece estupendo Son las 3 de la madrugada. Ya sabéis, seguís en la sintonía de Onda Cero, seguís escuchando La Rosa dos Vientos. Y atención, en tan solo unos minutos, en nuestro programa está el filósofo más importante de nuestro país, Javier Sádava. En los encuentros cercanos, Javier Sádava, que nos va a contar sus reflexiones, sus pensamientos, sus teorías, lo que ha reflexionado a partir del confinamiento. Es interesantísimo lo que vamos a escuchar y lo que nos va a transmitir, insistimos, el filósofo, uno de los más importantes de nuestro país, Javier Sádava vamos a tener Callejón con José Manuel Esquivano, con él vamos a conocer noticias, les vuelve a ver del mundo del cine y vamos a conocer cómo el cine ha mostrado a los casinos, algunas películas muy importantes que tienen a los casinos como protagonistas. Y señales en Delfín del Mundo con Javier Sevillano que nos va a hablar de los Probióticos. Pero antes Silvia Casasola nos da en las últimas pistas Y resuelve el concurso de esta noche que tenía por objeto Averiguar al personaje oculto Datos y resolución, que dicen? Pues mira, hoy estoy eh, muy ilusionada Y vais a comprobar por qué con el concurso de hoy Vamos a dar ya las últimas opciones Los tres protagonistas son médicos Son médicos muy conocidos Francisco Javier de Balmis, pues está puesto en valor prácticamente en los últimos años, es el que ha pasado a la historia por su expedición filantrópica, que salvó tantísimas vidas llevando al continente americano la vacuna, la vacuna contra la viruela, recordaréis esas vacas las, los los, pues los granjeros que ordeñaban las vacas y ellos estaban protegidos de la viruela y entonces a raíz de ahí empezaron a estudiar y dijeron, si es que aquí hay anticuerpos aquí hay que, que coger y sacar la vacuna de aquí. Bueno, pues ojalá nosotros ya muy pronto muy pronto tengamos esa esperadísima vacuna contra el coronavirus, es lo que deseamos y, y bueno, pues eso nos, nos, reportará, nos reportará libertad de movimiento y libertad de vida, que no es poco Otro médico que hemos estado comentando, Ignacio Barraquer, él ayudó a muchísima gente a recuperar la vista y fue un auténtico pionero en la cirugía y tratamiento contra las cataratas, logrando calidad de vida para miles de personas. Pero esta noche no es Barraquer, no es Balmís. Esta noche el verdadero protagonista es el más grande médico y científico español de todos los tiempos. Y, y por eso estoy ilusionada, porque ahora vais a escuchar tenéis que estar muy atentos muy atentos a esta voz y lo que dice porque nos habla un sabio pensamientos de tendencia educativa si hay algo en nosotros verdaderamente divino es la voluntad por ella afirmamos la personalidad templamos el carácter desafiamos la adversidad reconstruimos el cerebro y nos superamos diariamente te quejas de las censuras de tus maestros émulos y adversarios cuando debieras agradecerlas sus golpes no te hieren te esculpen con pocas excepciones todo joven dotado de acusada y fuerte personalidad reacciona contra las exageraciones doctrinales o sentimentales de padres y maestros adoptando el tono o colorido moral complementario el tumulto de la vida social Suele obrar sobre las cabezas humanas, débiles, como el río sobre un cristal de cuarzo. Arrastrado y golpeado por la corriente, conviértese al fin en vulgar canto rodado. Quien desee conservar incólumes las brillantes facetas de su espíritu, recójase prontamente en el remanso de la soledad, tan propicio a la actividad creadora. Natural y loable es el ansia de reputación. Importa pero que el maestro disierna los dos principales tipos de ambiciosos, los que codician la fama como fin y los que la persiguen como medio. Bueno, estamos haciendo un primeros. viaje en el tiempo. Acabamos de escuchar al mismísimo Santiago Ramón y Cajal. Esta es su voz. Y este audio me lo ha facilitado nuestro querido Javier Sevillano. Y resulta que pertenece al archivo de la Biblioteca Nacional, gracias a Tomás Navarro, que fue una persona encargada de recopilar todo este tipo de audios de patrimonio artístico, de patrimonio bibliográfico. Él lo hizo en durante la República y durante la Guerra Civil lo preservó y lo conservó, y gracias a todo lo, el trabajo que realizó, pues no se ha perdido. Bueno, pues este señor, Tomás Navarro, se tuvo que refugiar en el Reino Unido, donde al final, pues falleció. Bueno, y mi compañero al ver que en el concurso tenía Santiago Ramón y Cajal, yo había cogido un corte de una serie también fantástica, donde la protagonizaba Adolfo Marseillac, pero la verdad es que el privilegio de poder escuchar a Ramón y Cajal, escuchar su voz, Y bastante buen sonido, la verdad. Y encima, decir cómo se tiene que formar una persona y cómo tiene que sacar su propio yo, su personalidad para salir adelante, pues es muy importante. Bueno, como habéis adivinado muchos, muchos de vosotros, era Ramón y Cajal, era Santiago Felipe, que fue como le bautizaron, y que nació un 1 de mayo de 1852. Bueno, pues el gran científico fue un defensor a ultranza de la vida sana en contacto con la naturaleza, Fue un pequeño rebelde, tanto en la infancia como en la adolescencia. No le gustaban las normas del colegio, las normas de sus padres. Participó en la guerra de Cuba, que lo veía como algo muy de aventura, pero resulta que cuando llegó allí vio las enfermedades, vio las matanzas, cogió unas enfermedades tremendas, se volvió a España y fue ahí, cuando se volvió y se recuperó, que se volcó con lo que sería su vocación, la medicina y la ciencia se casó con la persona que fue el amor de su vida, lo hizo por amor, con Silveria Fañanás, en contra de la voluntad de sus padres, tuvo siete hijos con ella y estuvo conviviendo 51 años. El mismísimo Ramón y Cajal dijo que en 1888 fue su año cumbre, año en el que descubrió los mecanismos de gobierno de la morfología y los procesos conectivos de las neuronas. Consiguió el Nobel, lo sabéis, en 1906, y está considerado el padre de la neurociencia. Y después de él, ya vino todo lo que se exploró sobre el cerebro. Y ya vamos con el ganador o ganadora de esta noche. Participó en Twitter y es, no sé si es, eh, yo le diría que Dicerti. Que dicerte, que tiene un nombrecito muy rarito, que nos envíe a 0.es su dirección y te llegará un detalle del programa cuando se acabe todo este jaleo del coronavirus. Así que enhorabuena, que Dicerti. La rosa de los vientos en Onda Cero. Es hora de hablar de la quimera de otra vida, de lo que no sopino sé expresar, del trapecio que ante la nada oscilar de tragedias y triunfos. Que dura un segundo. De alterar el destino y de la fábrica de llegó el olvido. Encuentros cercanos. Es hora de... Las reflexiones sobre el tiempo que viene son muchas, infinitas. Las cosas rotas que... Miedos, no fueron, dudas, distopías. Y atención a nuestro invitado, porque nuestro invitado ha sido catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, pero también ha sido profesor de filosofía en universidades como la de Oxford, la de Cambridge, la de Nueva York. Él es el gran Javier Esadaba. Javier, buenas noches, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, yo no sé, eh, lo que está pasando seguramente cambiará muchas cosas, eh, porque ha afectado a todos y en todo el mundo. Una de las cosas eh, que va a cambiar es que seguramente mucha gente hará lo que yo voy a hacer, es apuntarme a carrera de filosofía, porque he leído cosas muy buenas de las que habéis escrito, me habéis enseñado mucho eh, estos días, ¿eh? Oye, bueno, me da una alegría que me digas eso pues Porque Pero, fíjate, nos hemos, ese pragmatismo que existía antes ¿eh? No tiene muchas salidas filosofía Claro que tiene muchas salidas Tiene una salida importantísima Va a nuestro cerebro Sí, señor Yo creo que, bueno, dejando de lado de momento el virus Y diciéndote de una manera muy sintética Lo que has dicho tú, pienso yo de la filosofía La filosofía, en dos sentidos, sirve para mucho. La gente que estudia filosofía estudia desde lógica hasta estética. Claro. Es decir, que es un rango muy amplio de saberes que puede después utilizarlos en su vida. Y lo que es más importante, yo creo que organiza bastante bien el cerebro, posibilita plantear, bueno, posibilita, digamos, no dar respuestas por la grandes respuesta, Digo, si las de respuestas difícilmente las obtendremos nunca, pero por lo menos preguntarse, pues, qué hace uno aquí para qué está y al mismo tiempo, bueno, qué tipo de vida, felicidad podemos obtener. Y eso lo da la filosofía, vamos, lo da la filosofía, prepara para ello la filosofía, y ocasiones de encierro obligado como esta, pues son ocasiones para leer, releer y pensar fíjate, hablando de leer seguramente uno de los libros en de cabecera sobre los que te han preguntado muchísimo estos días es 1984 el libro de George Orwell el libro no. La distopía por excelencia que es un libro fantástico es un libro del que se puede aprender Bien. mucho del ser humano, sin embargo era una ficción y esto es realidad aunque nos conduce un poco a ese mundo esos son los peligros a los que tenemos que enfrentarnos, pero Orwell nos dibujó un poquito eh, lo negro del futuro si no Eh, nos encargamos de hacer que sea blanco ahora, ¿no? Ese es... Exacto, exacto. Yo creo que esa es la cuestión. Bueno, de las lecturas, o de las lecturas, así hablando en general, yo creo que la gente ha recurrido, a veces con más acierto, a veces con menos, a los libros de autoayuda, ¿no? Mm. Bueno, que quizá puedan, no sé, puedan paliar un poco la situación de soledad, que por cierto, con soledad hay que recordar siempre la frase de Bergamín, el aforismo, Solo los solitarios son solidarios, es decir, que esta, el estar solitarios nos haga después tener capacidad de, de comunidad, de claro. solidaridad, de salir a los otros, estar con uno mismo para ayudar a los otros. Pero entrando en la distopía, mira, el hecho es que las grandes ficciones, vamos, los mitos, y ya pasando de los mitos a las ficciones, las más cercanas, pues que tienen que ver con la. Bueno, pues con los bueno que tienen que ver que se han manifestado en los films, en las novelas, pues están no haciendo realidad. Pienses en la robótica, en la inteligencia artificial, y lo que ocurre, claro, con Orwell, nos pinta un panorama que ojalá, ojalá no lo tengamos. Porque de las tres salidas que yo veo de esta de esta pandemia, de esta crisis, bueno, fuerte, fortísima, que, hemos, que estamos todavía padeciendo... Bueno, el, yo creo que hay tres posibilidades. Una es que bueno pues que aceptemos claramente que esto es un mundo que tiene que estar súper dirigido, controlado, que la libertad es algo que vuela como el viento, que es una vamos que no vale para nada. Creo que tienes una gran seguridad. A mí me parece que sería una pésima salida en donde las tiranías, las dictaduras, la seguridad inmensa por encima de la libertad triunfaría. Creo que esa sería una pésima salida. Hay otra que nos quedemos como estamos. Me parece que también es mala, porque sería no haber aprendido nada, no haber seguido más previsores, por cierto, por cierto, por cierto. En ese sentido han fallado muchísimos países, incluido este. Yo no me cuestión que me meta ahora con más o menos, pero la salud tenía que ser el principal y primer derecho humano. Y para eso hay que tener un presupuesto de precaución que valdría por la mitad o más de todo el presupuesto, y hayan fallado todos. Bueno, por lo menos para recordar que hay que cambiar este tipo de modelo, y el modelo económico sin duda también, por lo tanto, quedarnos como estábamos, bueno, olvidarlo rápidamente, vuelvo a repetir, es haber sido ciegos a una, o muy inútiles respecto a un aprendizaje que podríamos haber tenido. Y hay otra que me parece que yo la deseo, de alguna manera la la aconsejo, y es que aprendamos a ser solidarios, uh -huh. que creemos comunidad, que nos demos cuenta que estábamos pensando que vivíamos en un mundo que nos iba a arreglar todo el confort y una serie, de, bueno, pues una serie de bienes que sin duda existen, materiales que está bien que existan, pero que lo que tenemos que hacer es comunidad, es decir, saber que tenemos que tener más redes de contacto con los otros, más capacidad de amistad más exigencia desde la sociedad a los políticos, más vida común. Yo creo que eso también puede, debe enseñarnos esto y ojalá, insisto, ojalá salgamos por ahí y dejemos viejo a Orwell, al gran Orwell, por otra parte, por no habernos avisado ya. Eh, fíjate que Hoy he pensado eh, el hecho de que se acabe el eh, bueno, el confinamiento un poquito, ¿no?, que sí. se vea un poco de libertad, eh, nos hemos creído, no, yo no sé si es eh, bueno o malo, me gustaría saber qué es lo que piensa un filósofo de que creamos que, que la libertad es eso, es que nos abran la puerta y ya está, hemos rebajado mucho el nivel de, de lo que significan las cosas, de lo que significa libertad, eh, libertad es mucho más y nos hemos contentado con muy poco. Totalmente totalmente de acuerdo. Bueno, yo respeto al confinamiento primero, antes de decirte dos palabras sobre la libertad. Bueno, bueno es, es obvio, no es lo mismo estar solo porque uno quiere, y sale cuando quiere, que estar solo porque te han obligado. Y entonces tienes una sensación de encierro y de cárcel, ¿no? Claro. Y algunos las podemos llevar mucho mejor, pues primero porque estamos más acostumbrados, y segundo porque tenemos más medios. Pero es que hay mucha gente que ha estado viviendo en dos metros cuadrados, o que pues sigue viviendo en dos metros cuadrados, y están amontonados. Es decir, hay que pensar en esos. Hay que pensar en esos también. Que esos ya, ni hablar, vamos, ni plantearse el problema de la libertad. Claro. Tiene, lo que tiene que plantearse es el problema que voy a comer, o cómo voy a dormir esta noche. Claro. Pero entrando en el tema de la libertad, mira, yo que soy tiendo una tendencia pues libertaria, y por lo tanto, pensar que... la la raíz de, de la existencia de los humanos, de todos, eh, de todos, es la libertad que lleva a la igualdad de todos. Sin embargo, pienso que si hay un bien común muy fuerte, hay que restringir las libertades. Pero tiene que ser una situación muy, muy excepcional, efímera, pasajera, y volver de nuevo a lo que es, vuelvo a repetir, nuestra raíz. Yo creo que como nos acostumbremos, como tú dices, a estar mandados a estar posponiendo lo que son las elecciones nuestras, elegir lo que queramos, nuestra vida, y que estemos esperando que nos dicten algo, sería una mala situación, vamos, una salida pésima, como he dicho antes, y, bueno, pues eh, desgraciadamente podemos habernos acostumbrado a eso. También espero, eh, como he dicho antes, que la gente tenga bocanadas de libertad ahora, que se haya enterado por, por omisión o por, o por obligación de lo que es estar sin libertad, para reivindicarla, y reivindicarla, reivindicarla con toda la fuerza posible. Decías en una entrevista una frase que me ha apuntado, que me parece eh, que resume mucho eh, en el, eh, lo que tú has sentido, pero que resume mucho en lo que muchos han sentido. Tú le ponías eh, palabras sin ponérselas, eh, porque decías, eh, tengo ganas de decir muchas cosas, pero al final no tengo ganas de decir nada. Eso es lo que nos pasa un poco, ¿no? Sí, hombre, aquí pasa como imitando al gran Sócrates, del cual sabemos muy poco, solo lo sabemos sobre Platón. Eh, solo sé que no sé nada. Claro, se amontonan las preguntas, ¿no? Se amontonan las preguntas y son las de siempre, pero renovadas y hechas plásticas en este momento, muy visibles por la situación en la que estamos. Y es bueno, ¿cómo podemos convivir? ¿Por qué somos tan necios que teniendo creemos que sea cualquier... Yo os voy a poner por ejemplo, si viniera un marciano y viera que es el, el con el con el armamento que hay en un gran país, y un país en sentido de de poder, se podría dar de comer, pues, a, no sé durante cuántos años, a todo el mundo, que se si estamos esperándose entre nosotros, que hay un montón de guerras, que somos incapaces de escucharnos, pues se asustaría. Y diría, bueno, pero pues estos están muy locos. Sí. Están realmente locos. Pues por eso digo que yo creo que tendríamos que salir ahora... A ¿Tú te imaginas, de te imaginas, Javier, que los presupuestos de defensa hubieran sido presupuestos para la salud? Igual no hubiera pasado esto en casi todo el por mundo. Por supuesto, pero fíjate, yo incluso diría más. Vamos, algún país, por ejemplo Suecia, pues tenía una sanidad pública, son pocos, eso es verdad, pero era una gran sanidad pública. Lo que tendría que ser los presupuestos de defensa y de mucho más y de cualquier cosa, cualquier cosa valdría precisamente cuando lo que está en juego es la convivencia y la libertad de todos los individuos y todos los ciudadanos pero todavía más, fíjate yo lo he dicho antes, dijo lo, así lo digo antes en otras ocasiones pero esta Jacinda eh, Arder creo que es que es la presidenta de Nueva Zelanda se han rebajado el sueldo todos los políticos un 20% yo pediría que aquí en cualquier otro país, se rebajaran el 50% quitaran ejecutivos y quitaran otra serie de, yo no digo que estén bien o mal, ¿no? pero que hay de, de instituciones que en estos momentos tenían que ir, insisto, a que no a que la sanidad funcione todo lo mejor posible ya que haya gente que bueno también insisto en ello que lo está pasando realmente mal y además eso sería ejemplaridad, ser modelos, pues desgraciadamente no lo he visto eh, no lo he visto Y lo que hemos eh, visto, entre otras eh, cosas, es eh, que... Eh Y nos hemos eh, creído que era maravilloso yo creo que tiene una cara B tremenda, ¿no? Que el mundo se ha virtualizado, las cosas eh, no son reales, eh, que el dinero va a desaparecer como si eso fuera estupendo y buenísimo. ¿Qué nos creemos? ¿Que viene lo bueno por eso? No, claro. no, no viene lo bueno, creo yo. Eh, viene otra cosa, eh, pero seguramente peor que lo que ya existe. El mundo no es virtual, el mundo es real. Sí lo hemos eh, vivido y lo hemos comprobado ¿por qué? Eh, no eh, creemos eh, que podemos dar un abrazo virtual a la gente. Es que yo creo que eso, bueno, había unas películas de Antonioni y el, el, desierto, el Desierto Rojo que precisamente planteaba eso, que iba, estábamos llegando a una situación en la cual no íbamos a distinguir lo real de lo virtual. Yo creo que la digitalización que tiene grandes grandes bienes nos está haciendo precisamente eso, criaturas del aire y no pisar en tierra. Ahí hay una polémica, vamos, polémica, no lo han polémizado ellos, pero lo digo yo, de dos posturas al respecto, ¿no? Una es la de Noemí Klein, que es la docina Shock, que eso es lo que va a aprovechar el dinero, el gran capital, esta situación de es Shock, para precisamente aumentar las diferencias y que los que manden manden más. Y por lo tanto, bueno, pues ha sido un gran triunfo precisamente de aquello que no debía haber triunfado. Lo que tenía que haber triunfado es, antes he dicho, la, la libertad, que la libertad mía es la tuya. Yo quiero la mía y la tuya y la de todos, y quiero que los demás también quieran la mía y la de todos. Bueno, y está la otra postura del gran Chomsky, al cual yo estimo mucho, tanto científica como políticamente, que dice, no, esto ha sido un gran fallo del capitalismo. Yo me, me gustaría que tuviera razón Chomsky, que se hubieran dado cuenta que, que aquí todo no resulta, el asunto no es el dinero, el asunto no es esa cosa abstracta en la cual los individuos desaparecemos, el asunto es poder mejorar todo lo posible, pero al mismo tiempo sin perder nunca nuestra humanidad, ¿no? Yo tengo soy un poco más pesimista que Chomsky y creo que van a hacer todo lo posible porque aquellos que mandan, bueno, pues los que obedecen se acostumbren más a obedecer y lo pasen peor y los que tienen tengan más. Frente a eso vuelvo a repetir lo de antes, bocanadas de libertad y resistir. Resistir, residencia... De resistencia y redes sociales redes sociales que eso me parece que es importantísimo y creo que acertabas mucho en una entrevista también que decías eh, y que recordabas eh, a un maestro de filósofos eh, que decía que a medida que crece el confinamiento más crece la idea de que estamos a la intemperie <risa> sí bueno el... esa es una situación paradoja y curiosa ¿no? yo cuando estábamos y estamos O sabes de que hoy he salido un rato Confinaos, eh por una parte echabas en falta las voces de la calle, otras mm, veces sí. podían molestar los gritos, pero echabas en falta, ¿no? Y tenías una sensación, primero, de que faltaba el complemento, no somos robinsones, faltaba el complemento de los otros. Y segundo, pues, eh, por otro lado, eh, también <ríe> el, querías, eh, bueno, eh, quer, querías saber algo más, Porque la incertidumbre nos ha rodeado. Cuando yo decía que quería saber muchas cosas, bueno, pues muchas cosas es que vamos a ver qué saben los científicos al respecto. Cómo se puede trasladar, dar una información que no asuste. Cómo se puede decir lo que ocurre cuando lo que ocurre no se conoce bien. Todo eso te crea una, una sensación de impotencia e incertidumbre. Y claro, entonces ese confinamiento te deja bastante, bastante a la intemperie había una frase una expresión de tuya que me dijiste por teléfono el otro día hablando para esta conversación una frase un concepto que me parecía muy adecuado hablabas de profetas del miedo ha habido muchos estos días hay muchos eh sí sí sí es que vamos a confundir la prudencia con con el miedo el miedo es una emoción la más profunda que hay pero peligrosa hay que tener miedo a lo que hay que tenerlo pues hay que tener miedo a una tormenta si estás en el campo o si estás o, bueno, pues si estás en el mar, a una tormenta que pueda hacer sozobrar. Pero no hay que tener un miedo sobrante. Es más, el poder, en sentido con mayúscula, los que pueden más, se nutren del miedo que podamos tener. Miedo al justo, el justo. Y hay algunos, yo conozco algunos, con la mejor voluntad, que cuando hablan es que va a rebrotar, es que no sabemos esto, pero es terrible. Oiga, no asustemas. Parece más. que lo desean, ¿no? Claro, claro es que informar sí. no es asustar, claro. informa y en todo caso anima, anima, sí. ve los aspectos positivos que puedan surgir y ve que se está trabajando mucho, pero mucho, y algunos, y algunos en España, estoy pensando en Mariano Esteban, algunos más de CECIF, bueno, sí. en buscarla, en buscar remedio, buscar la vacuna, Y no estar siempre, siempre, siempre con esta cosa que recuerda más, la idea de desconfianza. Desconfiar. Cuidado. Y cuidado. Hombre, cuidado, insisto. El conveniente, pero limitado. Pero no estar ahí jugando con el... Bueno, con asustar. Con asustar, y asustar, y asustar. Al miedo, es un aforismo, pero este es mío. eh, no, y, y para... No, no voy a decirlo por su falta por casa. Al, el miedo... Al miedo lo que más te asusta es el miedo, mm. quiero decir, sí, sí, el miedo sí, sí, no hace sí. más que multiplicar el miedo. Bueno, pues vuelvo a repetir, es decir, seamos cuidadosos, pero no estemos siempre a las expensas de lo que va a decir, oye, no sabes tú lo que viene encima, qué terrible va a ser esto, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando la ciencia, eh, no, no, no hablo en particular, digo la gente, la humanidad... Eh, han jugado tanto a la inmortalidad, hemos jugado tanto a ser dioses que parece que esa divinidad nos ha estallado en las manos. Somos más débiles de lo que nos creíamos. Eh, tenemos sí. que reconocer eso también. Sí. Hombre, la vulnerabilidad es lo primero. Lo que en filosofía y en la filosofía más antigua se decía que somos contingentes, que somos finitos, y bueno, y en otras culturas que somos, bueno, Lil la decían los sumerios, que somos bueno, seres a merced del viento, ¿no? Somos frágiles, somos frágiles. Eso es verdad. Yo, sin embargo, también pondría el acento en que algunos han sido muy bocazas hablándonos... Bueno, ellos hablan más de amortalitas, amortalidad más que de inmortalidad. Sí. Es decir, de inmortalidad eh, indefinida. no Y, por tanto, no, eh, no, no, no decir que somos eternos como si fuéramos dioses, ¿no? Yo creo que eso puede darnos bienes en el sentido de que mejorar la vejez que por cierto han sido los más tocados en esta crisis sí. para mejorar Tanto la salud que que antes, ello, y sin para mejorar la han... medicina que es la aplicación precisamente que hay que hacer ¿Y al ser en humano? un concepto de salud pero con eso es una cosa aprendemos todos ¿Claro? eh, digo que con los mayores aprendemos eh, todos, eh, ah, la sabiduría que eh, parece que se han convertido un poquito en números, han fallecido tantos no, no, que va y aprendemos menos de tantos x que se han ido. Mira el, el, el mayor, el viejo, que en otras culturas es es, es muy, muy estimado porque él lo que ha hecho es acumular trabajo, enseñanzas y eso es un saber, un saber popular que a veces es el mejor de los saberes no y nos hemos recluido yo suelo decir, a veces en residencias Sius, ¿no? y ha habido gente que ha muerto muy sola, mm. hay gente que ha muerto en unas circunstancias penosas, pero que han sido precisamente ellos. Y yo he dicho, y repito ahora, no y perdón por la autocita, porque eso siempre es pelante, pero una sociedad se mide, se mide moralmente hablando, por su capacidad a precisamente a cuidar de la vejez. Y ahí yo creo que hemos fracasado bastante, por no decir mucho. Pues eh, yo creo que es eh, estupendo que digas eso. Ojalá nos demos cuenta de todo lo que ha fallado en la humanidad, porque ha sido la humanidad entera la que ha estado en esto, o, o la que está. Eh, hablamos en pasado porque, bueno, eh, parece que, como hoy hemos eh, salido, pues eh, ya podemos empezar a hablar en pasado. Eh, ahora lo que tenemos que hacer es aprender en donde nos sí. hemos equivocado. Exacto. ¿Crees eh, que el futuro se verá con ese optimismo o seremos eh, más pesimistas? Mira, vuelvo a decirte, o de lo que decíamos antes, claro, decía el poeta que en el futuro entramos de espaldas, es decir, no lo sabemos, ¿no? Pero si hay que hacer alguna conjetura, y conjeturas sí podemos hacerlas, y debemos hacerlas, yo tiendo, fíjate, tiendo, en medio del pesimismo, del escepticismo, que una veces le invade, a ser medianamente optimista. Yo he visto también reacciones, En gente que, bueno, pues que para mí es representativa y que puede tener además energía para contagiarla, que van a ver el aspecto positivo de aprendizaje, de no caer en lo mismo y poder hacer una sociedad un poco, por lo menos más justa que la que tenemos, que no es precisamente una sociedad que destaque por su justicia. Ojalá sea así ojalá en ese futuro eh, podamos eh, aprender y construir ese mundo que, que llega y al que nos vamos a enfrentar. Hemos eh, conocido el tema y hemos aprendido muchísimo siempre contigo y es un lujo poder eh, conversar eh, con Javier Sadaba, uno de nuestros eh, filósofos eh, más importantes, uno de nuestros eh, pensadores, una de las personas que ahora nos ayuda con sus reflexiones y con sus ideas. Javier, mil gracias. Eh. No, a ti, Bruno, es un placer siempre hablar contigo hablar con vosotros y como digo siempre sabéis dónde estoy un abrazo fuerte el callejón del escribano el cine es grande y como todos los grandes se tiene que tomar a veces una pausa ahora está en pausa pero dentro de poco el cine va a ser tan grande como ha sido siempre. Y aquí lo vamos a contar con José Manuel van en su callejón. José Manuel, muy buenos, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal, qué tal el día? Porque eh, parece que hoy eh, hemos dado un pasito más eh, sí, importantísimo. Sí. Eh, fíjate, hemos considerado la libertad el poder salir, pero bueno... Eh, ha cambiado mucho en un día. No nos imaginábamos que esto iba a ser importante, pero lo es y mucho. ¿eh? Sí, hombre, ya lo no creo que sí. Fíjate, En Madrid es la fiesta de la comunidad de Madrid, el día 2 de mayo, sí. famoso, ¿no? Pues efectivamente ha sido una fiesta, ¿no? Ha habido muchísima gente en la calle yendo y viniendo, los críos, los mayores, los, los deportistas. Bueno, gente corriendo por la calle. Yo no veía tanta... Pues desde la última maratón, me parece, ¿no? Sí, y algunos que, cosa... alguno que no han entendido bien las normas dicen, pero ¿se puede salir a pasear o tiene que ser hacer deporte? <risa> ¿No? Había bicicletas hoy, montones. Había... La gente saca la bicicleta por si acaso. Tremendo, Mucho, tremendo. Sí. Bicicletas, patines, skates, de eso, bueno, de todo, ¿no? Y mucha gente corriendo. Y además, muchos deportistas profesionales, que yo creo que eso sí que es, es estupendo, ¿no? Por fin han podido salir a pisar un poquito el asfalto, a estirar las piernas y a empezar a prepararse para... ...para los certámenes de atletismo... ...cuando sean, ¿verdad?... ...cuando sean, veremos a ver... ...y ojalá todo esto sea sí. el primer paso... Eh, ...de un futuro, un futuro... Eh, ...el pasado, el pasado más reciente... ...se ha escrito en negro... ...pero que ojalá... Eh, ...que el futuro se escriba en oro... ...se esquiva en blanco... Sí, ...aunque sí, no sí. se tarde... ...pero que esto... Eh, ...sea el primer paso a construir algo... ...importante para el futuro, para el mañana, ¿verdad?... ...eso esperamos, eso esperamos... ...en el deporte, en, en el cine, en la vida en la relación en todo que volvamos que volvamos a la vida, que volvamos a la vida. Una de las cosas eh, que contábamos contigo en la actualidad, eh, siempre contigo estamos eh, muy al tanto de todos los festivales. Claro. Poquito claro. antes, eh, poquito antes de que entráramos en esto que hemos entrado, estábamos hablando de los festivales, la temporada de festivales había comenzado y se cortaron, pero pero los festivales de otra forma van a volver. Lo contamos en la actualidad. Van a volver, José Manuel, todos juntos y online, ¿no? Pues sí, todos juntos y online. Me parece una iniciativa fantástica, ¿eh? Veinte grandes certámenes, empezando desde luego por Venecia, por San Sebastián, por Cannes. Cannes quizá incluso tenga una versión en, en otoño, están esperando, pero en principio está en esta iniciativa. El Festival de Berlín, Sundance, Guadalajara, Toronto, Locarno, Bueno, todos estos festivales y alguno más han lanzado We Are one Grow Global Film Festival... Eh, un festival mundial online que va a tener una programación de cine espectacular, va a ser gratuito a través de YouTube y alguna otra plataforma, 10 días de festival a partir del próximo día 29, es decir que lo tenemos aquí mismo ya encima. Todos estos festivales y además, bueno, pues eh, festivales muy importantes como Jerusalén, Carlo Vivari, o el de Londres en Mumbai, Nueva York, Sarajevo el Festival de Tokio, todos juntos para hacer una oferta al público de historias como dicen ellos, procedentes de todo el mundo claro, efectivamente, están aquí todos los festivales ¿no? van a proporcionar a los cineastas un altavoz en un escenario global y además el público no solo va a conocer toda esta serie de películas y de festivales de todo el mundo sino que va a poder aportar su granito de arena, van a poder eh, hacer una donación directa a organizaciones que contribuyan a la asistencia a los afectados por el coronavirus, algo verdaderamente importante. En cuanto a San Sebastián, que es el que tenemos más cerca, hombre, Rebordinos, José Luis Rebordinos, que es su director, decía el otro día que todavía no está cerrado el cupo de festivales, por lo tanto no se puede hablar mucho de contenido total, pero que en San Sebastián lo que pretenden desde luego es traer películas que hayan sido espectaculares, que hayan sido éxito tremendo en el festival, no estrenos naturalmente, no se puede eh, poner estrenos, porque, eh, hombre, entrarían en competencia con el mercado, no se trata de eso se trata de, de alguna manera, revivir los grandes momentos de cada festival ¿no? entonces en San Sebastián pues van a haber eh, películas, como digo eh, ganadoras de, de la concha de oro ganadoras del premio del público los, las películas que han hecho historia en el festival de San Sebastián ¿no? el, el, el costo total lo que se obtenga, las donaciones totales, van a ser destinadas a la Organización Mundial de la Salud, la OMS y a entidades eh, de a la lucha contra esta pandemia. De manera que es una iniciativa que yo creo que no tiene nada más que Lados positivos. Los grandes festivales nos ofrecen sus grandes éxitos. Vamos a poder verlos gratis y si queremos vamos a poder colaborar para entidades que están luchando eh, contra la pandemia y sobre todo para la Organización Mundial de la Salud. Me parece una iniciativa realmente de cine. La, la unión, la solidaridad, eh, todo eso es eh, lo que tenemos que rescatar de este tiempo tan difícil eh, que nos está tocando vivir, pero hay cosas eh, que, bueno, iniciativas eh, que nos hacen eh, crecer. Esta eh, lo va a hacer el mundo de cine. Fíjate, el otro día leía en una noticia, una información, eh, me acordaba de ti, de los Oscars del año que viene. Sí, es sí, sí. que mucha gente se preguntaba, bueno, ¿qué va a pasar con los Óscar? Sí, sí. eh, porque evidentemente habrá Óscar, en eh, fechas, pero no habrá películas. Bueno, pues los Óscar han decidido que todas las películas que se estrenen, como se estrenen, van a estar en concurso. Exacto, exacto, exacto. Me parece también muy interesante. Sabéis que el Óscar se ha negado, los Óscar se han negado hasta ahora a entrar, a entrar en competición películas de las plataformas, películas que solo se hubieran visto por televisión. Eh, Eh, sí algunas de las plataformas cuando se estrenaba en cine bueno pues en los próximos Oscar parece que la Academia del Cine Americano levanta la mano y me parece muy, muy muy justo y muy razonable que entren también en competición las películas estrenadas en las plataformas de vídeo de demanda así tiene que ser de otra manera no habría Oscar, no. y vamos a hablar de, también esa noche contigo José Manuel de lo importantes que han sido los casinos han sido Olé. muy cinematográficos en el mundo del cine <risa> infinitamente hay centenares de películas de casinos. Por ejemplo, la película, escuchamos, eh, ahora un fragmento, la película que se titula así, Casino. En un casino, la pisar y conseguir que vuelvan. Cuanto más tiempo jueguen, más dinero pierden. Y al final, nos lo quedamos todo. Y hay tres formas de hacer las cosas. Hacerlas bien, hacerlas mal... Casino, y hacer... José Manuel, puede ser una bueno, de las películas ejemplo de lo que son los casinos en el mundo del cine. Eh, sí, y además no sé yo si no será la mejor película de casinos de la historia del cine. Es del año 95, la dirigió... Ese señor que se llama Martin Scorsese y con él estaban Robert De Niro, Joe Pesci, nos suena de algo, ¿verdad? Sí, sí, sí. También Charles Stone. Bueno, pues en la historia la, la protagoniza este personaje que hace Robert De Niro, este Sam Ace Rothstein. La película está datada en el año 73, en los primeros 70, ¿no? Bueno, pues lo mandan a Las Vegas para que dirija, para que se haga cargo de un casino, el Casino Tangiers. Que está sí, está financiado pues por el sindicato de camioneros. Todo el mundo sabe lo que era en los años 70 el sindicato de camioneros, quién estaba detrás, ¿no? Bueno, Sam llega al casino, triunfa absolutamente, se hace con los mandos del establecimiento, lo, eh, lo manda para arriba extraordinariamente, pero estos señores. Eh, de la mafia, quiero decir, del sindicato pues le mandan a un viejo amigo eh, Nicky Santoro, el personaje que hace inmenso en esta película igual que eh, De Niro eh, hace Joe Percy, pues para protegerle eh, lo que pasa es que la llegada de Nicky Santoro, en principio a Sam no le hace mucha gracia y además va a provocar un auténtico culebrón eh, De todo tipo, aquí hay amores, amoríos, hay tiros, hay muertos, hay atracos, por supuesto, hay gente jugando en el casino y hay todas las posibilidades que suceden dentro de un establecimiento como ese, eh, apuestas, eh, trampas, decepciones, muertes, vidas, de todo, la, hasta, hasta la vida matrimonial de este Sam, que se casa con Ginger, es decir... Sharon Stone, para eso estaba ahí la guapísima actriz en este momento en los 70, realmente imbatible bueno, pues de todo hay, matrimonio, hijos divorcios, de todo, una película que es como la vida misma una de las mejores, de las más grandes películas de Scorsese, y yo creo que la mejor película sobre casinos que se ha hecho nunca Fíjate, si hubiera un día un Oscar al mejor director de la historia... ...no vamos a decir que va a ganar o no va a ganar, eh, porque ganarían todos... ...pero sí, sin lugar claro. a dudas estaría nominado, ¿eh? Hombre, Scorsese, es, es, un, es una cumbre de, de, del cine americano y del cine mundial... ...él ha escrito muchas páginas de la historia americana... ...él sabe sobre los manejos de la mafia, como acaba de demostrar... ...este mismo año pasado, más que nadie, ¿no? Pero lo ha llevado al cine de tal manera... Que realmente la obra completa Toda la de Scorsese Es para enmarcar Es uno de los grandísimos sin ninguna duda Otra de las películas eh, que recuperamos Y que mencionamos esta noche Es Casino Royal. En su expediente no consta ningún muerto por Pero para ser agente 00 Se necesita dos ¿Cómo murió? ¿Su contacto? No muy bien No se preocupe, el segundo es más. Sí. Bastante más. Ese hombre era Le Chiffre. Un banquero privado de La vida terrorismo. de James Bond, José Manuel, es sí. una vida de un casino trucado, porque él siempre sale vivo de todas. Naturalmente. Bueno, esta película es verdaderamente curiosa, Bruno. Sí. Eh, casino Royale del año 2006, la, la, digamos la principal, ¿verdad?, la de Martin Campbell, con Daniel Craig, con Eva Green, con Mads Mikkelsen, con Judy Dance, por supuesto. Es la primera película de Daniel Craig como 007, y es la película número 21 De, de, de James Bond, pero también es la primera novela que escribió Ian Fleming con el personaje de James Bond, y también es la tercera vez que se hace en el 2006 esta película, porque hay que recordar que primero fue una, una película de televisión de la CBS del año 54, una película que protagonizaron Barry Nelson, como Jimmy Bond se llamaba entonces, y Peter Lorre como Le Chifre, después hubo un... Bueno, yo creo que es un intento descomunal este Casino royal del 67 que dirigieron John Huston, Ken Hughes Val Guest, Joseph McGrath Robert Parris y Richard Talmage es decir, un montón de directores cada uno hizo un cachito de la película con Peter Sellers, David Niven, Orson Welles Ursula Andres, Woody Allen, William Holden Jean Paul Belmondo. 50 o 60 eh, actores de intérpretes y, y actrices de primera categoría para esta especie de parodia del Casino Royal. Bueno, la más importante, claro, es esta del 2006, la de Daniel Craig. Se consolidó desde el primer momento como uno de los mejores Bond de la historia. Yo creo que a la altura eh, de los primeritos. No sé si mejor incluso que son Connery, pero por ahí, por ahí, ¿no? El, el James Bond que hace Daniel Craig a mí, por lo menos, me parece realmente sensacional. Y sí, es en el Casino Royal para detener a este eh, malvado Le Chiffre, el personaje que hace Matt Mikkelsen, pues eh, Bond lo tiene que derrotar en una partida eh, en el casino en la que se juega una partida de póker en la que se juegan verdaderamente millones. Bueno, eh, Bond no tiene dinero, se lo han puesto, claro. Pero para vigilarle y para vigilar el dinero, ahí está Vesper Line, que es Eva Green, la guapísima Eva Green. A James Bond no le hace mucha gracia que una señorita le esté vigilando mm. hasta que naturalmente el uno y el otro caen en sus recíprocas redes y terminan enamorándose y la cosa termina además bastante mal porque eh, este casino royal es una de las películas yo creo que con más víctimas de los protagonistas sobre todo de las películas de Jane bueno Un comienzo espectacular, un momento cumbre este de la partida de cartas, un momento cumbre también con la desaparición de vesperlain en el momento más trágico de la historia. Una película realmente estupenda. De las tres, por lo menos, Casino Royal, que se han hecho, yo creo que es la más interesante. La verdad es que uno se da cuenta de cuánto pasa el tiempo. Eh, que se está haciendo un poquito... Bueno, pues eh, que el tiempo está eh, haciendo su trabajo cuando dice mucho eso de que... Parece que fue ayer, pues es sí. que parece que fue ayer que Danny Craig comenzaba a hacer en The James Bond y ahora nos, nos cuentas, ya son 15 años, ¿eh? Pues así es, efectivamente. Y sin embargo se ha consolidado totalmente. A mí me parece que sí, yo entiendo que él no quiere hacer muchas más, tiene para estrenar la última, me imagino que será también la última que él interprete, porque el personaje evidentemente desgasta y además... Como tú dices, parece que fue ayer, pero pasa el tiempo. Y un actor empieza a sentirse un poco mayorcito para hacer de, de James Bond. De hecho, Daniel Criss entró en el, en el personaje eh, pues en el momento en el que él tenía todavía la edad eh, perfecta para hacerlo, pero ahora pues quizá está ya un poquito más taluno Y esta película también pensamos, es que es tan grande, es tan grande que es de ayer, y sin embargo tiene ya un tiempo. Oceans y Leven Esto nunca se ha hecho ¿De qué se trata? ¿Cuánto hace que no vas a Las Vegas? ¿Quieres robar un casino? ¿Tres casinos? Oh. Oh. Las Vegas, ¿eh? Las Vegas Las Vegas Fantástico El robo es imposible La seguridad del casino no se puede burlar Estáis como cabras Exacto <risa> Tú tramas algo, Dani Que preparas un golpe, ¿verdad? <risa> Eres un ladrón y un mentiroso Solo he mentido en lo de ser un ladrón Necesitaréis a un equipo que esté tan loco como vosotros. ¿En quién pensáis? Un robo relámpago, ¿eh? Es ligeramente más complicado. Bien, bajamos por el ascensor sin movernos. Superamos a los guardias armados y entramos en la cámara infranqueable. Se supone que vamos a salir... José de... Manuel, esta película tiene todos bueno, los ingredientes, evidentemente ¿eh? no el creo. casino, el robo, el golpe, el robo, sí, todo. Es sí, ¿no? una película súper divertida, súper dinámica. Eh, Steven Soderbergh que dirigió Ocean's Eleven en el 2001 con George Clooney de protagonista yo no sé si George Clooney es el actor con más carisma de toda la generación actual de Hollywood a mí me parece que sí es un señor realmente eh, apabullante simpático guapísimo un estupendo actor bueno lo tiene francamente todo con el Brad Pitt que tampoco es ninguna tontería Julia Roberts y un montón de gente más en esta historia verdaderamente entretenida bueno eh, Danny Ocean que es el protagonista pues sale de la cárcel ha estado en la cárcel, pues por lo malo que es como acabamos de oír que le dicen ¿no? pero se dispone a preparar el gran golpe el, gran, el, el mayor golpe de su carrera, una cosa que parece pues prácticamente imposible, robar no un casino, tres casinos a la vez el Bellagio, el Mirage y el Metro Golden Major Grand eh, lo cual le piensa que le va a reportar algo así como 150 millones de dólares de botín y al mismo tiempo lo que quiere es hacerle la pascua al dueño de los casinos que es Terry Benedict por supuesto, porque está con su mujer, con su exmujer, Tess, a la que Julia Roberts, eh, a la que eh, Josh Grimm, el personaje que hace Julia Roberts, a la que tuvo que abandonar cuando le metieron en la cárcel. Bueno, pues eh, Dani y Rusty Ryan Eh, que es eh, Brad Pitt preparan el golpe perfectamente forman un equipo en el que hay de todo hasta equilibristas, hasta malabaristas por supuesto, ladrones gente eh, capaz de romper cualquier caja fuerte y se dedican a meterse en los tres casinos simultáneamente y fíjate que el dueño de los casinos está más sobre la mosca que nada, no bueno la película yo creo que hay que verla otra vez y todas las veces que haga falta porque como digo es entretenida, divertida, trepidante y además un gran espectáculo um, visual y, y, y yo diría que también narrativo trepidante también es esta película es eh, la parte española que podemos eh, hacer en este repaso la película de Pelayos esta es un sueño es lo que da sentido a la vida esta es la historia de ese sueño montaremos un equipo con la familia hola primos Que ah. ¿Qué somos los Pelayo Y tenemos la oportunidad De hacer algo único en la vida Desbancar un casino ¿Cuándo empezamos? Nadie ha pensado en este método antes El clubier tiene la bola Y tenemos tiempo hasta que día no vamos José Manuel es que nadie sí. sabía cómo lo hacían, pero siempre ganaban. Bueno, bueno, es que los pelayos son, son de verdad. Es sí, sí, sí, sí, española, claro. Española, la película de Eduardo Cortés, bueno, pues eh, con Luis Omar, con Daniel Brühl, con Miguel Ángel Silvestre, Blanca Suárez, Eduardo Fernández, Vicente Romero, la historia de esta familia de yo diría que expertos en, en los casinos. Bueno, si si me dejas que te cuente brevemente una anécdota, claro. cuando, cuando estrenaron la película en la rueda de, en, en el pase de prensa la la distribuía Sony Estuvieron todos los, los pedallos allí y nos llevaron eh, de la mano de Sony a una especie de garito que habían montado en el que había que entrar eh, pues con contraseña y todo, ¿vale? una mesa divertida, muy bien montada. Y allí en ese garito había de todo, había una ruleta, había misal de bacará, había bueno entonces nos dieron unas instrucciones para que fuéramos capaces de ganar. En, en el casino eh, a los Pelayos ¿no? El premio era un televisor Sony de aquellos que había en aquel momento, bueno pues de todas las pulgadas y de toda la, la definición posible del mundo, ¿no? Eh, bueno, en 10 minutos estábamos todos en pelotas, como puede decirse, porque realmente nos habían pulido todas las fichas, todas las cartas y todo lo que teníamos allí. Realmente esta gente son unos artistas, unos artistas del casino. Y es la, lo que cuenta la, la película, realmente, cuenta la historia de la familia Los Pelayo que, eh, bueno, pues tienen un plan para... Eh, como han descubierto cómo ganar a la ruleta en este caso era a la ruleta y además es verdad que Gonzalo García Pelayo lo contaba realmente y es cierto todas las ruletas tienen algún pequeño defecto en los engranajes que los croupiers conocen y que si el apostante se dedica a pasarse allí los días enteros hasta que le descubren y le echan, todo hay que decirlo pues puede ser capaz de descubrirlo también y esto es lo que hacen los Pelayo en la película descubrir cómo funciona la ruleta para atracar Pues eh, algo así como eh, durante tres o cuatro años todos los casinos de Europa que encuentran, ¿no? Naturalmente la mayoría de ellos les van prohibiendo la entrada y en algunos de los casos incluso de bastantes malas maneras, pero los pelayos son incombustibles y lo son de verdad toda la familia se sigue dedicando a las apuestas a la muleta, a los casinos, a las carreras de caballos también, menos creo que uno de los hijos que es la abeja negra, que trabaja en una oficina pero no se lo tiene, no se lo tienen en cuenta <risa> pero se lo han puesto los otros hermanos, ¿no? efectivamente, sí, que, creo que sí cuando se dice eso de basada en hechos reales eh, bueno, pues todo lo que pasa en esta película, aunque sea increíble pasó de verdad, eh, porque y el cine hace lo increíble sí. auténtico y de verdad así es, es, ahí, los, los pelayos están ahí campando pues, a sus anchas y son una familia, en lo suyo, ejemplar ¿no? es que los casinos han dado mucho fine eh, ¿qué es lo mucho. que tienen? bueno, es que tienen tantas cosas los casinos, eh, como no es una ruleta sola, es eh, todo lo que les rodea, que a veces es tan grande todos se tocan en cada película, muchos eh, temas sí, y el sí, casino, sí. Bueno, es el marco, el marco para que pase todo pero es mucho más eh, lo que hay en un casino que una ruleta Por supuesto que sí, en el casino, eh, bueno, pues está también la vida, ¿verdad? Esos apostantes, esos trabajadores, los dueños de los casinos, la vida que se respira en un casino. Eh, entrar en un casino es entrar en un mundo absolutamente distinto. Pasas de la puerta para adentro y estás en otra historia que no tiene nada que ver con lo que hay de puerta para afuera. Bueno, iba a decir que estás vendido también, porque entra pues sí, y si no. entras, eh, entra con poquito pues dinero no. en la cartera porque te lo vas a gastar ya te digo, a mí me dieron un montón de fichas en aquel garito y en 10 minutos no me quedaba ninguna, cero <risa> claro José Manuel Esquivano, la semana que viene seguimos hablando de cine, seguimos hablando de películas seguimos hablando del séptimo arte el séptimo arte que insistimos, se ha tomado una pequeña pausa, pero para ser todavía más grande en el futuro gracias José Manuel un abrazo Bruno, hasta luego bueno. What you said. You no I Señales del fin del mundo. Señales del fin del mundo, por supuesto, con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis? Hola, Javier, que hoy vas a cuidar de nuestra salud. Obviamente, cuidado desde aquí, desde la rosa de los vientos en pijama. Vamos a, a cuidar un poquito de la salud, sí. ¿A ti qué te gusta comer? A mí me gusta, yo soy omnívoro, como de todo, ya verás. ¿Por qué eres omnívoro comes también. de todo? Sí, claro, omnívoro hay que comer, bueno, de todo, aunque uno se especializa en algo, claro, lógicamente, ¿no? Si es, sano, si es sano hay que comer de todo. Exactamente, y de lo que vamos a comer hoy yo creo que es bastante sano porque está lleno de unas bacterias que sabéis que son eh, eh, probióticas. ¿Qué es esto de los probióticos y todo esto? Bueno, los probióticos son unas bacterias que facilitan en algún momento, se supone... Eh, eh, vamos a conocer parte... el origen de esa expresión o la validez es... de esa expresión. ¿Qué es lo que comes... Eh, los probióticos, por ejemplo, son esas bacterias que todos conocemos que ahora nos venden en, en multitud de que echan, vamos, no es que, que nos lleven eh, de forma natural multitud de alimentos, eh, como esos famosos eh, yoguros en los que todos estamos pensando. Eso llevan los famosos lactobacillus y, y todos estos probióticos, estas bacterias, el bifidobacterias y todas estas, que en condiciones normales se encuentran en la microbiota humana. La microbi, microbiota humana del Y también de otras zonas muy interesantes del, del cuerpo humano. Por ejemplo, se encuentran a patadas, como diría aquel, es decir, en grandes cantidades o en bastantes grandes cantidades, aunque ahora veremos si son o no son suficientes, en una parte del cuerpo eh, femenino, en la vagina. Y entonces es interesante saber que en el flujo vaginal hay una gran cantidad de, de, de estas bacterias probióticas. Es decir, es el, la microbioma, el microbioma vaginal. Es la, es la más natural, ¿no? Es, se, es la más natural. ¿Es el sexo oral? Exactamente. <risa> correcta, <risa> concretamente el colilingüe claro. es una actividad eh, ¿Comensal? comensal. Según, <risa> sí, sí, sí. <risa> Muy interesante, según este artículo que yo he sacado, que escribe eh, la periodista Betsy Skies y que eh, este se publicó originalmente en la revista Bradley en Estados Unidos y además aporta una serie de datos. Y tiene una base muy científica. Una base, por supuesto, científica. si sí, se sabe que en el flujo vaginal eh, eh, hay, hay esta clase de microbiota vaginal y además de, como hemos dicho, en el, en el intestino, que son bacterias probióticas. Es decir, eh, todas estas bacterias que de forma artificial nos encontramos en todos estos productos que ahora nos venden en la parte eco de los, de los supermercados, resulta que las tenemos en el cuerpo. Y además, las bacterias que nos venden, estas eh, bacterias probióticas que nos venden en estos alimentos y en estos yogures en los que todos estamos pensando, no son las mismas que las que tenemos. En, en el intestino ni que tienen las mujeres en su flujo vaginal, con lo cual eh, lo más interesante es comer las bacterias probióticas que deberíamos de tener en nuestro intestino, es decir, el sexo oral es muy Eh, ...pertinente en este caso... ...es decir, que preguntas... ...¿tú tienes sexo o vas al supermercado? ...es, exactamente... Vale. Eh, ...no además eh, en el supermercado... ...a saber lo que te están colando ahí... ...mientras que lo claro, otro... ...claro, si tantas bacterias... Eh, ...de este tipo beneficiosas beneficios hay en la, en, en, en, la, en la vagina... ...y la gente va loca... ...por ingerir tanto de estas bacterias... ...porque no de forma natural... Eh, practicar eh, eh, eh sexo oral. Claro, es que solo hay natural. una forma pero de la, practicarlo natural. La, la gente está asustada ahora y dice, a ver, pero ca bueno, ¿qué, qué cantidad tengo que tomar?" Claro, ¿no? exactamente. Esto se lo preguntó esta periodista Becies a la doctora Helena Méndez Suárez de la Clínica Mayo. Y entonces ella dijo que no conocía ningún estudio que hubiera abordado este tema. ¿no? <risa> <risa> pero dijo, pero dijo re le respondió a Betty que, que sería posible aunque se diría, seguramente poco probable porque para ser un probiótico efectivo según los estándares internacionales hay que eh, tener suficiente cantidad de este tipo de bacterias que está cifrado en mil millones de eh, unidades formadoras de colonias, eso que vemos en, en, en estos yogures y en estos productos que llevan estas bacterias que pone UFC, pues la cantidad serían mil millones de UFC de unidades formadoras de colonia. y además deberían de tener la posibilidad de, de desplazarse hasta el intestino inferior hasta la parte inferior, el último tramo del intestino, y sin llegar a ser destruidas por los ácidos del estómago. Entonces, cuántas eh, la siguiente pregunta es ¿cuántas bacterias de este tipo contiene un digamos una ración de sexo oral? Bueno, pues se, se considera, según la doctora, que un cada gramo de flujo vaginal contiene entre 100.000 y 100 millones de lactobacillus. No, es que te es un empacho. que no Claro das. que para, para que una comida de este tipo, una comida oral, de sexo oral, tuviera la cantidad suficiente de estos probióticos, eh, habría que ingerir entre 10 gramos y eh, 10 kilos de flujo vaginal. Y, o sea, o que, que cuando digamos, vos, es alguien muy sano, dice. Claro, Lo de 10 gramos es, bueno, pues es más o menos razonable, pero claro, 10 kilos de flujo vaginal, pues aparte aparte de ser el, el pecado de la gula, pues, pues sería un empacho, ¿no? Sería un gran empacho, con lo cual no, no es factible. En fin, se plantea esta, todo, todo esta, esta, que, esta todo, eh, Javier, todo dime. hay que hacerlo con suma medida, no vayamos a volver locos. Teniendo, Esta mujer nos explica que hay que tomarlas no a darse el atragón, sino de forma continua. Es decir, tener una dieta continua rica en estas bacterias que, que practican el sexo oral, según esta periodista, o sea que que, de forma Hay, hay de que, forma que tener regular. una continuidad. Claro, exactamente. No darte el empacho es y dentro hacer. de otro mes otro empacho. Claro, exactamente. No, porque así lo que acabaríamos es en urgencias, bastante. y ella también. Entonces, ¿cómo...? cómo esta mujer, se, esta periodista se pregunta, bueno, ¿cómo nos aseguramos que aunque haya mm, en el, eh, haya una buena eh, cantidad, una buena jungla microbiana, concretamente dice ella y, y mm, eh, un, un apartener que tuviera una gran eh, eh, flora, flora no Me está microbiana. poniendo nervioso, no me sale, no me sale del todo ¿no? Entonces Entonces <risa> <ríe> eh, eh, le bastaría está con, pensando, ingerir, está con ingerir a 10 gramos sería suficiente de, este, de estas bacterias en el flujo vaginal bueno y, y cómo nos aseguramos que los 10 gramos de estas bacterias llegan a la parte final del intestino hay un estudio del año 2005 en el que se, se demostró que la presencia de glucosa en los jugos gástricos ayuda a proteger esta bacteria el lactobacillus en su viaje por el tracto intestinal entonces se sugiere Lógicamente esta mujer sugiere que eh, la, la, mmm, eh, no, para tener la... la ¿Que la, te lo tomes con un postre con azúcar o qué? No, antes, antes habría que tomar un alimento rico en azúcar ah, para proteger, fíjate. para que luego el comensal pudiera llegar, pudiera oh, ll tomar <risa> llegara bien. No obstante, <risa> estos probióticos, esta bacteria probiótica, eh, tiene una cierta resistencia y convive y sabe defenderse muy bien en el intestino, eh, perdón, en el de los jugos gástricos del del, del, de, del estómago. Y puede llegar, si no en, en todo, pues puede llegar parte Al, al intestino y llegar a formar parte de esa microbioma el, del microbioma Eso. intestinal que tanto es importante Javier muchas que gracias que que nos que... oral. Exacto. <risas> y mañana vuelve La Rosa de los Vientos a las doce y media gracias. un beso